Van、bueno, a d a r las 10 de la mañana de este sábado, 25 de abril. Hasta aquí lo mejor que nos ha dejado esta semana en Capital, la Bolsa y la Vida. Ahora, nada, en unos minutos viene Luis Vicente Muñoz con los 33 de Antena 3. Durante las próximas seis horas, las voces que marcaron una época van a escuchar fragmentos eh, publicidad eh, qué pasó、eh, cuando se fundó Antena 3 de Radio, la primera emisora que emitió en FM en España y que además consiguió ser líder de audiencia. Los 33 de Antena 3, desde ya, con Luis Vicente Muñoz. ¿Sabes cuál es el mejor d i a l para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. La radio de Luis Vicente Muñoz. Son las diez de la mañana, España, 1982 En la joven democracia había terrenos de libertad por conquistar. Fue el año en el que el PSOE ganó por primera vez las elecciones generales. El año en que fueron sentenciados los autores del intento de golpe de Estado del 23F. También fue el Mundial de Fútbol, el año de Naranjito. Fue el año que nació la radio que llegó a ser número uno de audiencia en España. Una radio disruptiva, demoledora a veces, innovadora, fresca. Una radio que protagonizó una historia repleta de pasiones y dramas. Hoy en este programa especial de Capital Radio hemos reunido a aquellas personas que marcaron una época y forman parte de nuestra vida. Están aquí y ahora, si nos escuchas en este 25 de abril de 2015. Porque es probable que también puedas escucharnos en otra ocasión. Fundación Telefónica colabora con este espacio. Me satisface mucho tener esta oportunidad de dirigir unas palabras a los oyentes de la cadena radiofónica de Antena 3. Creo que es bueno que se aumente la comunicación entre los españoles. Para que un pueblo de la grandeza y la larga historia del nuestro viva hoy comunitariamente y se proyecte hacia el futuro con planes de acción comunes. La intensa y extensa comunicación de ideas y sentimientos forma la trama que da coherencia a las sociedades contemporáneas. La comunicación facilita el saber común. Una nación moderna, Ha de contar con un patrimonio compartido de noticias, informaciones y opiniones. La libertad de los ciudadanos se amplía al crecer el número de opciones que se les ofrecen. Nuestra Constitución reconoce y protege el derecho a la libre información, pero con el límite del obligado respeto a los derechos fundamentales de las personas y de los grupos, y con la exigencia De que sea una información inspirada por la verdad. La información libre, la información veraz, nos proporciona bienestar. Y la libertad, como se dijo con expresión clásica, es la salud del alma. Al servicio de esta España de hombres y mujeres bien informados, de ciudadanos libres, me es muy grato saludar a todos cordialmente al inaugurar la cadena de emisoras de Antena 3. En 1979, constituimos un grupo de, de fuerzas paritarias para ir tratando de hacer la televisión. Estamos hablando de la televisión, sí, sí, sí.、Eh, en, donde, en donde estaba、eh, José Mario Barmero,、eh, Antonio Asensio, Javier g o d ó Luca de Tena, los hermanos Jiménez de Parga y yo, que éramos el núcleo fundador. Eh, los hermanos Jiménez Pargas e n c a r g a d o n de la parte jurídica, yo de la parte, digamos,、Específica, técnica、eh, empresarial, procesal, y, y los, los demás amparaban y obficiaban esa o p e r a c i ó n En esto se produce la concesión de emisoras de radio del 81, y con ese núcleo decidimos montar una red de emisoras de radio contra todo pronóstico, porque decían que la FM era para la música. Manuel Martín f e r r á n Manolo, el líder y el maestro de periodistas, con el lenguaje del momento. Antena 3 de radio nacía con un ejercicio de transparencia insólito. Nos transportamos. Y ahora, en nombre del Consejo de Antena 3, les habla el presidente de la sociedad, el profesor don Rafael Jiménez de Parga. Las primeras palabras, a través de estos micrófonos, como presidente de Antena 3. Y en nombre de quienes trabajan y colaboran en este nuevo medio de comunicación, anden dirigidas a nuestros oyentes con una salud. Damos lectura al acuerdo de la Junta General de Antena 3 de Radio, celebrada el 1 de febrero de 1982. Antena 3 de Radio Sociedad Anónima desarrollará su actividad de acuerdo con los siguientes principios. Primero, El pleno respeto a la Constitución Española de 1978 y, de manera especial, la defensa de la soberanía del pueblo y el desarrollo de los derechos humanos. Segundo, la defensa de la unidad política de España y de sus diversidades lingüísticas y culturales dentro de un sistema de comunidades autónomas. Tercero, la defensa de la monarquía parlamentaria como garantía de las libertades públicas. Y del pluralismo político. Cuarto, la defensa de la economía de mercado, de la libre iniciativa económica y de la competitividad del sistema. Quinto, el progreso social, la reforma de las estructuras de la sociedad y la obtención de unas condiciones básicas de igualdad de oportunidades. Y sexto, el derecho de una información v e r á libre y plural. Antena 3D Radio cumpliría hoy 33 años. Un recuerdo en Capital Radio. Este programa está dedicado a aquellos quienes、eh, hicieron de Antena 3 de Radio una aventura para la historia y nos contagiaron de un espíritu que llevamos todos dentro. Queremos dedicárselo a quienes nos dejaron por el camino y, en particular, a Manuel Martín Ferrán. Rosalía, bienvenida. Bueno, perdona, es que se me va la voz. Pero estás aquí con nosotros. Sí, pero yo. Y nosotros creo... contigo. No me gusta llorar, así que me callo. ¿vale? Eh, ¿Recuerdas cuando empezó Antena 3 de radio, cómo estaba Manolo? Mira, ahora veníamos hablando en el coche y el problema es. Vosotros no sabéis lo que es vivir con un visionario.、Sí. Estaba completamente <risa> transpuesto. Es que、no、ve, le decías, y los niños han sacado malas notas, decían, sí, pero es que yo creo que, es que en FM se puede hacer una cadena. <risa> Manolo, que tu madre está mala. Que me da igual, porque es que. Yo creo que se puede hacer una cadena de FM. Tú no sabes lo que era aquello. Es era... que en aquella, en aquella época, en la FM apenas había música. Claro, y le llamaban loco, le llamaban pirado. Le decían que era imposible y además un inculto porque técnicamente no se podía hacer. Pero tú no sabes las cosas que les le ¿Sí? llamaron, le llamaron de todo. A él le dio igual, ¿no? Ah, mira,、claro. ya te digo, ya te digo,、Eso、es imposible, imposible. De verdad. q u Es e que no lo podéis imaginar. Es que habéis visto alguna película donde está Noé que se empeña, y que está Moisés, y que se empeña en pasarles a los judíos, no a nada, nada comparado. Javier Jimeno fue director general de Antena 3 de Radio. Javier, es un placer recibirte esta mañana. Muchas gracias igualmente. Gracias por esta iniciativa que nos parece a todos primero muy emocionante y luego muy justa en reconocimiento precisamente a los fundadores y promotores de este proyecto que marcó un hito en la historia de la comunicación en España. Es probable que hablemos del de final también, pero ahora estamos hablando del principio, porque se cumplen 20, 33 años del nacimiento de Antena 3 de Radio. ¿Qué recuerdas? Bueno, para todos nosotros,、eh, y especialmente para mí, Antenates fue una gran escuela, ¿no? Y Manolo Martín Ferrán fue precisamente nuestro maestro profesional. Yo he tenido dos maestros en mi vida, en lo humano, mi, mi padre y mi madre, que evidentemente me enseñaron los valores y los principios y, en fin, lo que uno debe ser, y en lo profesional, evidentemente Manuel Martín Ferrán, que yo tuve la suerte de compartir con él el inicio de mi carrera profesional,、eh, no solo yo, sino unos muchos más, Y Manolo, como decía su, su querida viuda Rosalía, m a n o lo pues、eh, lo que hizo fue ser el verdadero motor de, de esta gran aventura. n o Y en ese sentido, pues todos hemos、eh, tenido ese bagaje que nos ha dejado Manolo、eh, de tantos años de compartir experiencias extraordinarias y hemos sido unos privilegiados. ¿Fue loco en su tiempo? Luego se demostró que, que no, ¿no? Que inventó muchas cosas, innovó muchas cosas. Yo creo que confluyeron, confluyeron, confluyeron tres factores, en mi opinión, en el lanzamiento y en, el, y en la consolidación de Antena 3. Por un lado,、eh, evidentemente, p、pues、un e s u empuje empresarial que se consiguió de, de personas,、eh, en fin, de los accionistas originales, que fueron Antonio Asensio, Guillermo Luca de Tena, José Mario Armero, los hermanos Jiménez de Parga, que aportaron también el,、eh, pues、una labor jurídica importante. Pero desde el punto de vista digamos, del i g a m o s d diseño y del concepto y el modelo de negocio era de Manolo. O sea, Manolo es el que creía que en España se podía romper el antiguo monopolio de la onda media desde el punto de vista de. Digamos, de emisión、eh, radiofónica, y efectivamente esa apuesta por la FM pues fue un éxito. Y a los pocos años conseguimos ser líderes、eh, totales y absolutos de la radio española. En los próximos minutos, horas, porque esto va a ser un maratón dedicado a antena 3 de radio, van a pasar por aquí. Vamos a volver a escuchar esas voces que forman parte de nuestra vida. Vendrá enseguida、eh, José María García, estará Luis Ángel de la Viuda, ya está aquí también Pepe Cabero,、eh, bueno, Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, que va a estar、eh, c o n Conduciendo una parte de este maratón. Alfonso Caballé, buenos días. Buenos días. Buenos días. He, de, he de dar las gracias a Alfonso Caballé, también alma de esta antena 3 de radio, porque me ha ayudado mucho a montar este programa. No bueno, ha sido fácil. No, no, la cosa ha sido toda tuya, todo el mérito es tuyo, que has organizado estos 33 de antena 3, famoso programa de José Ramón Pardo. La fecha <risa> la fecha del nacimiento fue el 24 de abril, ¿no? el 24 de abril creo que iniciaron las emisiones en Sevilla. Justamente fue la primera emisora que. Inició sus emisiones coincidiendo con la Feria de Sevilla. Efectivamente, no empezó en Madrid, Antena, a t r a s de la Feria. No, no empezó, empezó en Sevilla. ¿Mm? Déjame saludar a Pepe c a b e r o que está también aquí. Hola, Pepe. ¿Qué tal? Bueno, sí, ¿Tú u Buenos t qué recuerdas? Sí, es u e s aquellos primeros trabajos que hacíamos todavía sin teléfono, sin, sin, sin medios técnicos, sin ninguna clase, pero que había que, que hacer con urgencia para comparecer en. Para aprovecharnos ya una primera campaña electoral, que eran las andaluzas. Estaban、eh, empezando las campaña, la campaña electoral andaluza y queríamos ya participar en ella. De modo que efectivamente con, yo creo que todavía un equipo que se iba haciendo día a día. Pues se, se empezó a emitir de inmediato. Y luego, efectivamente, hubo un, un tiempo en que prácticamente se inauguraba una emisora cada semana o más. <risa> Era un, un, un, un récord. Pero fíjate, en la radio、eh, lo que se oye y a quienes se conoce e s a las figuras. Hemos empezado saludando a, al alma, n o a quienes pusieron en marcha aquello. Pero hay un trabajo esencial en Antena 3 de Radio: fue. Realmente extraordinario del equipo técnico. La persona que levantó la regleta, como se dice、Dios. en el argot, que subió aquel buómetro y empezó de verdad, hizo posible que las emisiones de antena 3 de radio empezaran en Sevilla, fue Enrique Hernández. Enrique, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. ¿Cómo fue aquello? Buenos días. Pues、eh, la verdad es que la, la inauguración de la emisora de Sevilla fue el、eh, 28 o 29 de abril, aunque ya se emitía música, indicativos desde, desde más o menos estos días.、Eh, recuerdo un viaje así, o s v a i s a Sevilla, de Pepe Media, que era jefe de emisiones, despichado <risas> también. Un viaje de esos que te dicen o s v a i s a Sevilla esta tarde. Eh, tenéis un coche alquilado y llegamos a Sevilla en plena feria y sin hotel. Que era como en ese momento se, se planteaban las cosas, claro. Y sin saco de dormir, claro. Y sin saco de dormir. Al final conseguimos una habitación en un hotel、eh, hacia las 4 de la mañana y al día siguiente ya fuimos a la emisora donde conocimos a, a los técnicos que en ese momento se iban a hacer cargo. Antonio Viola, Orencio, hay que recordarlos. Y conocimos al, al personal de, de la emisora. Llevábamos medios técnicos para realizar aquella primera, aquella primera transmisión de un evento de Antena 3. Se iba a transmitir desde la Feria de Sevilla,、eh, desde la caseta del ABC. Se iba a transmitir la, la inauguración oficial de la emisora, con música, con, con actuaciones <risa> en directo. Un, un, un nivelazo que se nos ponía por delante, que era, bueno, lo, lo sacamos adelante, pero, pero imagínate cómo, ¿no? Porque. Llevábamos medios, pero nos faltaba quizá un, una, cierta, una cierta experiencia para hacer aquello, ¿no? Y bueno, se hizo, se hizo con, con línea, se s transmitió. Habían empezado ya las emisoras también de Cádiz,、eh, Almería y Córdoba, quiero recordar. Y bueno, fueron las primeras transmisiones de, de lo que fue la cadena. Quiero, bueno, pues recordar a, a todas las personas que estuvieron allí, porque lo tengo bastante vivo en la cabeza aquello, ¿no? Quizá por la edad. Y por los recuerdos que se te quedan de, de esa época. Por lo emocionante, por la alegría que transmitió Antena 3 de Radio. Esa sonrisa que acaban de、pero、escuchar da, ustedes a través pero, de、eh, la radio pero es. Pero queda, queda, queda.、Si、Consuelo de los c a v a s o m o s unos chavales, por favor. <ríe> q u é d a Consuelo. Hola, Consuelo. <ríe> muy buenas. Yo es que lo estoy resistiendo, que conste. ¿eh? Desde el minuto, vamos, desde el segundo o uno, estoy、bueno, calladita con muchas ganas de hablar. Con ganas de hablar. Hay tantos profesionales de Antena 3 de Radio aquí esperando hablar que no sé cómo lo vamos a hacer. Consuelo de una niña, además. Pero espera, verás tú. A mí me pasan cosas muy extrañas. A ver, ¿qué te pasa? Yo ayer voy a coger un libro. Es verdad, es cierto, completamente. Voy a coger un libro de la estantería. ¿eh? Yo no suelo guardar nada. Nada. O sea, tengo muy poquitas cosas. Pero esto lo guardé porque me hizo mucha gracia. Era la primera vez que alguien decía que en un programa mío se hiciera una pipiola. Y esto se llama los 33 de Antena 3, ¿verdad? Sí. Vale. Me emociono porque en el libro se cayó esto al suelo. ¿Vale? Esto es un, toma, a, un recorte toma, toma de periódico. Esto y alucinan colores, cosas que, ver, a a ver, cosas que me pasan a mí. Viejo recorte de periódico amarillo. Enrique Tierno, disjockey de Antena 3, presentó un disco. El alcalde de Madrid, Enrique Tierno, de, de, de, <risa> dedicó una ver, de con... sus tardes veraniegas a la música moderna. Presentó uno de los discos de los 33 de Antena 3, programa que dirige y presenta Consuelo Berlanga. Los 33 de Antena 3. <risa> <risa> <risa> Buruja. 33 33 Más música. Os acordaréis de la música de aquellos años. También nos va a acompañar en este especial: los 33 de Antena 3. Una Creencia popular que los fundadores de Antena 3 de Radio no querían hacer una radio. En realidad lo que querían era hacer una televisión. Pero como no les dejaron, mientras tanto se entretuvieron e hicieron la primera cadena de radio de España. Alfonso Caballé está desde ese momento en el que los pensamientos, las conversaciones de,、eh, íntimas ¿no? con Manolo Martín Ferrán. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaba en aquel momento? ¿Cómo fue, Alfonso? Pues、eh, yo recuerdo que transcurría el mes de marzo del año 1978, ahí es nada, parece que fue ayer, cuando Manolo me dice: Oye, ven por aquí, por mi despacho, que lo tenía justamente y curiosamente en Gran Vía 32, en la planta Sexta, y que, vamos a, que te quiero comentar una historia. Y finalmente, la historia que me quería comentar era que. Parecía ser que el gobierno se aprestaba a lanzar sus planes de FM. Dice: ¿y por qué no vamos a pedir nosotros una radio? Y se habla con Luis Ezcurra, a la sazón estaba en, el, en telecomunicaciones, a ver cómo va eso y cómo, cuáles son los tiempos de esta cuestión. Y efectivamente me fui a ver a Luis Ezcurra, y me dijo: Pues sí, ahí me dio un anteproyecto del Real Decreto. Y le dije, bueno, pues esto parece que va en serio.、Y、dice, pues nada, la primera radio la vamos a hacer en mi casa, en la calle Antonio Ruiz, que por suelo de Alarcón, vamos es, a hacer la red. Muy leva, no lo e h o Rosalía,、eh, ¿Sí? ¿das fe de esto? A ver, no hay la menor duda. Oye, una cosa, las cortinas de antena d e radio de la calle, ¿qué nos c o s i s e Se hicieron en mi casa, las hice yo. Las cortinas. Las、qué、cortinas. Tu é jefe. Que por cierto, todavía aquella sede tenía el escudo de Ruiz Mateos. Porque había sido una casa, una, un edificio, edificio、eh. Ruimateos y todavía tenía algunos de los emblemas de la abeja, estaban grabados en, en el cristal de o k e n d o XIX, ¿no? O sea que 33, e 3 23, 23, 23, 23, 23, 23. 23. 23, ¿cómo se nos va a olvidar eso? ¿Tú te acuerdas de por qué los llamaban los azules? Los ¿Te acuerdas azules? que al momento de firmar no había negro, firmasteis en azul y dijeron, estos son los azules? Y entonces dijeron. Eh, por Adolfo Suárez, dicen, no, ni hablar, por el bolígrafo. Y quedaba muy poco bonito para quedar en la historia. ¿eh? Sí, es que、sí, tenés cuenta、azules. que había unos socios y luego se incorporaron otros. Porque luego hubo gente que tuvo fe y se incorporó. Y entonces, con la incorporación del señor Jimeno, que fue un. no es por nada, pero fue bueno. Y entonces、eh, firmaron con un bolígrafo azul y dijeron, es que en la radio hay. Los primeros que han dicho, porque Godoy Asensio fueron básicos,、Basicos. pero luego se incorporaron otros socios que eran los azules, pero no por Adolfo. ¿Javier g i l e r o No, yo, como bien dice Rosalía, efectivamente había un núcleo central y principal que eran los que hemos mencionado, pero luego tuvimos la, la gran suerte de que también, gracias a las relaciones、eh, del propio Manolo y de, y de algunos otros de los accionistas, conseguimos crear una, una red、eh, local muy importante con empresarios. De, de distintas comunidades autónomas, como, como es el caso de Santiago a r r y en Galicia, o Pedro Serra en Baleares, es decir, empresarios de mucha tradición, Pepe Yoli en Cádiz, que eran todos gente muy afina al proyecto y que efectivamente, como bien dice Rosalía, se fueron sumando cuando ya el tema pues se puso en marcha y vieron que allá había una empresa con mucha ilusión y con mucha Fortaleza para, para intentar crear una cadena de ámbito realmente nacional, que es lo que se consiguió al cabo de poco tiempo. Y a partir de ahí, siempre sus bolígrafos son azules. <risa> <risa> Pero si somos fieles a la verdad, esto que parece una bonita historia contada en el tiempo no fue ni tan bonita ni tan fácil al principio. Yo、mm. recuerdo perfectamente que en el mundo de los medios de la comunicación, antena 3 de radio、mm. no fue precisamente bienvenida. Hubo gente que se opuso mucho. Eso de que fuese la primera radio completamente privada, porque esto hay que recordarlo: hace apenas 33 años, en el resto de las radios, había una participación del Estado, aquellas que、eh, informaban, producían información, y esta era la primera que aparecía aquí libre, incluso, si no recuerdo mal, con una declaración de independencia. Sí, eso es cierto, porque de alguna manera el lema, el lema de Antena 3 era, era ese, ¿no? Era eh, noticias eh, veraces y, y opiniones, opiniones independientes. Y opiniones,、sí. En aquel momento、eh, tenemos que r e c o r d a cuál era la situación del país. El SOE empezaba a gobernar en el 82 y, evidentemente, la aparición de un medio que en un primer momento、pues、parecía, en fin, vamos a ver qué pasa y tal, pero claro, empezó, empezó a tomar muchísima fuerza, mucha fortaleza d e punto de vista de, digamos, de intensidad política y a la vez de influencia social. Y eso, evidentemente, pues trajo consigo que se nos empezó a respetar de manera relevante. Y gracias a gente como Pepe Cabero con sus servicios informativos, a profesionales como Antonio Herrero, que fueron descubrimientos de Antena 3 y en especial de, de nuestro querido Manolo, pues conseguimos hacer una radio muy respetada. José María García en el deporte, Consuelo Berlán, hay un montón de compañeros en programas de entretenimiento. Y Carlos de aquí, Pumares, que, Carlos que luego, Pumares. luego estará, sigue enfadado. Goma、eh, espuma, espuma, que fue otra gran aportación. A la radio claro, también e s t a r á Guillermo Feser y Juan Vizcano. Luego, Manolo. sinfín de compañeros. ¿no? Pero es curioso, yo creo que Manolo Mortín Ferrán, a quien obviamente aquí se valora y se valora mucho, yo creo que tenía la radio en la cabeza desde el primer momento, desde antes, antes de nacer, la, lo tenía ahí. Y tenía, yo creo que ahora la programación entera en, en, en su cabeza y en, su, en sus esquemas. Yo recuerdo, yo estaba de, de director de informativos en Radio Nacional cuando me llamó Manolo. Para decirme que, que quería poner en marcha una nueva emisora, que si me quería incorporar al proyecto. Y que, por supuesto, yo estaba, estaba por cierto,、eh, con un, unos problemas, pues los que siempre había tenido Radio Nacional, de una censura de. Entonces era el director Carlos Robles Piquer que llamaba por teléfono para、eh, gritar indignado: ¿Por qué has dado esa noticia? Pues、es una noticia, don Carlos, pero muy m o l e s t o Entonces, bueno,、eh, de algún modo era una fuga de, de, de ese tipo de, de, de situaciones incómodas. Manuel Martín Ferrán conocía la radio pública, conocía la radio semiprivada que era la c a d e n a Ser. Había cooperado con, con los d o s e n t e s de manera muy, muy estable, muy, muy sólida durante muchísimos años. Había aportado muchísimas. ideas y, y proyectos a una y a otra y yo creo que, que él quería tener su propia radio de modo que con la colaboración de esos socios que, que hemos escuchado de Europa Press de La Vanguardia del Periódico de Cataluña puso en marcha esta emisora pero desde un conocimiento muy muy, muy profundo de la radio muy ¿no? porque él había inventado f r m e t o s muchísimo ahora 25 historia, por ejemplo en la cadena SED、sí. Y en, y en la tele lo mismo, 24 horas aquel que, que había hecho también.、Eh, yo creo que, que él tantas tenía. tantas cosas, Bueno,、sí. creo que Rosalía iba a decir algo, la hemos dejado. <risa> no, no, e s es, es que se, esto era un poco antes, pero vale. Cuando sale Antena 3, también el país pone su radio. Es verdad.、Y、a c o r d a r o s que el rey. q e、eh, fue Se fue a inaugurar. La radio El País y no quiso venir Antena 3. ¿Os acordáis? u n a apuesta v a l i d a del rey. ¿no? Hubo, hubo、um, Alfonso, más vacíos también. Sí, yo creo que hay, habría que recordar un granito en, en Antena 3 que fue la adquisición a finales del año 1985 de Radio 80. Radio 80 fue otra cadena de radio que nació con、sí. nosotros, además de bajo la dirección de Los á n g e l de la u i v a l o n sea, que, que, que también que va a estar,、sí. Y me acuerdo una tarde de diciembre de 2005 que vamos, Javier Jiménez y yo. A Enrique Laredo, al despacho de Luis Ángel de la Viuda, donde estaba Radio 80. Le dijimos, Luis Ángel, eres nuestro. <risa> y, sí, sí, ya, ya hemos r e a l i z a d o la operación de compra de manera que, que has acabado, estás muerto. <risa> y nos tocó a, a Javier j i m é n e z y a mí ir emisora por emisora de Radio 80. Recordaréis que Radio 80 era una cadena que nació bajo el auspicio de algunos bancos. Y no querían que armar mucho revuelo, lógicamente iba a haber un movimiento de personal, obvio, y no querían que hubiese muchas noticias en la prensa. Y nuestra preocupación, cuando íbamos Javier Jimeno, emisora por emisora de Radio 80, hablando con el personal, Pues queríamos hacer las cosas de la manera más suave. suave posible para que no. Y la verdad es que no hubo ninguna trascendencia en los medios informativos sobre esta operación, pero eso permitió a Antena 3 Radio esa adquisición, aparte de completar su red para la、eh, programación convencional, iniciar su programación de música con Radio 80. Y, y, también, y también, te completo, Alfonso, incorporar a gente muy válida como el propio Los Ángeles de la Viuda, que se, se incorporó al proyecto de Antena 3 Radio y luego de televisión. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. Fundación Telefónica con los 33 de Antena 3 en Capital Radio. ¿Qué es para m í empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo? Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica. Tener un motivo más para hablar con esas personas a las que tú quieres y que están en el extranjero. Gracias a Telefónica. Llama al 905-1123-17 y dinos con qué persona quieres hablar y en qué país está. Si tu llamada es seleccionada, vas a poder hablar telefónicamente a través de la radio. Y solo con un poquito más de suerte vas a poder ir a abrazarla donde esté. Cada semana Telefónica sorteará dos billetes de avión. Participa llamando al 905-1123-17. Gracias a Telefónica vas a darles una alegría. Con las comunicaciones internacionales de Telefónica, ¿qué te cuesta llamar? r Listos para el cole. Y listas las ventajas en galerías para el curso que empieza. Por cada 5.000 pesetas de compra. El 10% de descuento en toda la uniformidad escolar y deportiva. Para los listos del cole. En galerías. Marcando estilo. ¿Qué es para mí empleabilidad?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 Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Hoy en Capital Radio. Sepas con s u e l o Berlanga que te están viendo bailar a través del streaming por el que estamos transmitiendo este programa. Bueno, pues muy bien, encantada. Oye, no salía, ¿sabes que yo fui otra de las que pensaba que Manolo estaba más loco que una cabra? Oye, sí, pero te, tenéis que tener en cuenta una cosa, Manolo. Yo no voy a hablar bien de Manolo, vamos a ver.、No、¿Cómo a que no、bien? vas a hablar bien de Manolo? Por q u e m p estamos los demás, o sea que vamos a ver. Pero tenía absolutamente claras las cosas. Tener en cuenta una. Vamos a ver, hora 25. Vosotros seguís oyendo、eh, la sintonía. Eso es un arpa de boca. Cuando Manolo hace hora 25 y dice que quiere como sintonía eso, le dicen: Pero tú estás loco. Dijo: Dejarlo. Que eso es bueno, sigue hoy en día. Es que Manolo es tenía、fuerte. claro una serie、es、de、fuerte. cosas.、Ah, se equivocaba en muchas cosas, eso es verdad, porque como era un gallego、mmm, obsesivo, pues iba por la calle del medio. Era como le decía Gala: Dice, tú eres como una mula, te pones en medio del camino y no hay quien te pare. Bueno, pues era eso. Pero en cuestión de radio, sabía, sabía mucho, sabía lo que quería la gente y sabía lo de la música. Las sintonías, todas esas cosas, era una, eso creo que es de nacimiento, no es una virtud, es que lo tenía. ¿Cómo se eligieron las sintonías? Que fueron especialmente famosas en la historia de Antena 3 de Radio, Javier. ¿Lo recuerdas o Alfonso? No sé. Bueno, ahí teníamos un grupo de, de personas que Manolo siempre había considerado como los mejores para este tipo de, de, de cuestiones. Y realmente sí, sí se acertó porque tanto las sintonías de los informativos, que está aquí Pepe Cabero para acreditarlo, como, como del resto de programas, y sobre todo las genéricas de la, de la cadena, p u e son s un éxito. Y, y todavía cuando las oímos.、Pues, está en nuestra retina, ¿no? l、claro, a o sea, las oímos tantas veces, ¿verdad? Y además era, era prescriptivo darlas muy, muy habitualmente para que la. El, el, los usuarios se acomodaran y las, y las hicieran suyas, ¿no? Modo, era una de las consignas de Manolo, tanto repetir la el antena 3 como, como dar, proporcionar las sintonías una y otra vez. Yo creo que por eso se han quedado y, y son parte de nosotros mismos. ¿no? ¿Y las campanitas famosas de la sintonía de antena 3 de radio? Campanitas, ¿verdad? La música instrumental, los jingles instrumentales. ¿Había una cantada con coros? Con coros, muy bonita.、Sí. muy bonita. Y otra instrumental. Estás, ¿eh? s es histórica. Venga, vamos a cantar. No. <risa> Mejor no. Antena, antena, 3, antena 3, antena 3. Oh, hijo, qué tono. Mucha más radio, radio en antena 3. Me dejan sola. Antena 3, Tres. antena Tres. 3. Antena hijo, fatal. 3. Estamos desafinando a tope. La、oye. radio bien hecha. Chum, chum, chum. Pero es que. Tener en cuenta que era fundamental por una sencilla razón: la gente tenía que aprender a sintonizar. Porque, claro, es que la FM no estaba metida en su cabeza. Y entonces lo de repetir y repetir, repetir es para que la gente le diera el lial y diera con ello.、Eh, que ahora nos parece una tontería, pero es que en aquello era. A veces pues, pensaba, era. parecían pensadas para las personas que presentaban los programas. ¿Por q u e q u i é n no se acuerda de la sintonía del primero de la mañana que parecía、eh. haber echa,、eh, sido hecha para el ímpetu, la pasión <risas> que le ponía? Antonio Herrero. a n t o n o Vale, dos. El primero de la mañana. Antena s y e l g a r c í a ¿Es n u luna de miel? Ah, es u luna de miel. Mira, esa no la teníamos ahí <ríe> seleccionada. Sí, pero el primero de la mañana hay que pensar, porque e s t a m o s hablando de otro tiempo y ahora lo. Digo, bueno, la gente joven que escuchaste desde la prehistoria. A las siete de la mañana, vale. Es que a las siete de la mañana estábamos sentados. A las seis luego. Bueno, algunos antes incluso. Bueno, yo te hablo de mí. Pero Antonio, yo recuerdo que, que llegábamos prácticamente juntos al, al estudio. Y Antonio corría más, venía por la carretera de Madrid-Corulla. Corría mucho. Corría mucho y iba、mmm, bueno, iba ya pillado por el horario. Y justamente llegaba a la tercera planta de Oquendo, se abría la puerta, sonaba la sintonía y, y todavía sin sentarse ya saludaba. Antonio era un prodigio de. de La eficacia en ese sentido. Es verdad. Y había en contraste pues, otras sintonías mucho más tranquilas.、Ya、en Una época después, José Luis Balbín, cuando hacía Hora Cero, el informativo Hora Cero, en el que, por cierto, podía compartir también esa afición a llegar justo cuando la sintonía ya estaba sonando. Esta. <risa> La verdad es que lo escuchamos y nos identificamos con aquella apertura que protagonizó Antena 3 de radio. Esa libertad que se respiraba a través de las ondas, ¿verdad? Eso de no tener que servir a nadie, ¿no? No tener que responder. Pero a, a propósito de esta sintonía, yo creo que esto José Luis Balbín lo tenía concebido y de antemano. Llegaba 5 o 10 minutos tarde y la sintonía sonaba y sonaba y sonaba hasta que efectivamente José Luis llegaba y se s e n t a b a Pero había veces. Eso es. es, es... Yo creo que son i n f u n d i o s porque había veces que estaba.、Eh, no, no, Rosalía no.、Eh, estaba en el coche no, no, esperando no, Rosalía, no. a que le, de, le echarais de menos. Y estaba en el coche esperando.、Eh, doy fe de lo que dice Rosalía. Yo trabajé con José Luis Balbín y alguna noche bajé porque echaba la cabezadita justo antes y le despertaba para empezar el programa. Muy bueno. h García. h y García. Uy, García. カーテン、何かさせるミラクルであおるけはなしよ。おれき。 Que lo reza en tu cielo, nace en tu s i e r r Qué buenos ratos nos hizo pasar Garci con esos guiones extraordinarios que escribía Claro García también. Guau, pero tú sabes, yo, entre otras cosas que decía lo de la locura de Manolo, a mí un, un día se puso enfermo Garci, me llama Manolo a su despacho y me dice: Consuelo, tienes que hacer el programa de Garci. Y digo: ¿Perdona, Manolo? ¿Qué? ¿Qué es que Garci. a l u c i n a en colores. Sí. No estaba loco, creo que estaba loco. No, era, era estaba como la una noche de los Oscars. Estaba acumulado. Perdona, que no estaba loco, era un visionario, que, es, que es como los bíblicos.、Ah, ¿por qué no? A ver, Carlitos SH, hombre, venga, a q u i é entra al estudio? Hay tantos profesionales de antena 3 de radio y Rafa Cerro también está aquí. p o d é ir s i entrando porque este programa va a ser un poco desordenado. Va a ser muy emotivo. Hola, Carlos. Hola, v e n t e gracias. El sitio, dejo el sitio a otro. <risa> gracias por la emoción que estamos. Mira, estaba en el control ahora mismo y se me ponían. Los pelos de punta, porque en ese momento nos hemos trasladado 33 años en esa tensión, esa, esa pasión que teníamos, y el, el técnico que no sé cómo se llama Julio, pero... Julio López, Julio, Julio. Eh, me decía, ¿cómo se llamaba la, la canción estatal? ¿no? Porque has, has dicho lo de la luna de, eh, luna eh, de la miel. Degard, no sabía, entonces de momento no se acordaba y hemos buscado en Google rápidamente Gloria Lasso con dos S's, <risa> <risa> Luna de miel y en, en prácticamente 35 segundos te lo ha pasado, ¿no? Pues no teníamos internet. <risa> <palabra>. <risa> no teníamos n i t e l é f o n <risa> o s i n e r Rafa Cerro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Bien, amigo? No, no ha、días. pasado nada de tiempo. <risa> <risa> Sobre lo de José Luis Balbín, para un periodista、eh, joven, el asunto era más allá de, de ser fascinante, era como estar metido en una、eh, leyenda. Hacía cosas curiosísimas, era muy despistado. Ya no se trata de que la sintonía sonara mucho rato. Es que hubo una vez que un jueves que era fiesta q u e y o que era domingo. <risa> y entonces empecé yo el programa con 19 años. Y, y al final me levanté, les dije señores la radio suya, a Luis Ángel que estaba allí, a Federico, a los Santos y no sé quién más. Y, y me fui al control. Y, y al final、Ed、Balvin llamó, no respondía a mis llamadas, pero al final llamó y le dije lo que pasaba. Y me contó: Es que yo creía que era domingo, no he venido, pero claro, al llegar a c a s a encender la radio y oír a Federico hablar, he dicho: Este es mi programa. Y era despistadísimo. Y le, no, yo le contesté, en broma le contesté, ¿te p a s o y lo cuentas en antena? Y dijo, sí. í te pasó? Lo, lo conté en antena y Luis Ángel todavía está con la boca abierta. Y junto a eso, lo que tenía Balvin era que en una época en la que no había internet, su acervo cultural tenía peso en toneladas tan tremendo, que podía hablar de cualquier cosa. Una vez, que,、eh, no sé qué cosa gorda pasó en Albania. Ah, que murió en Beroya, que murió en Beroya el dictador. Y José Luis se puso a hablar、eh, sobre Albania sin teletipos, sin libros, sin diarios, sin nada, y delante de un periodista y de otros más de 19 años, y habló 14 minutos sobre Albania. Y con don José Cabero, yo lo que tengo es que yo, lo primero que conseguí yo en Antena 3 con esa edad pues fue que podía entrar de madrugada y aprender lo que fuera por la noche. Pero yo no tenía prácticas oficiales porque ya estaban dadas las plazas. Y don José se hacía el, el longuís、eh, hasta que una mañana a las 6 en punto salí un poco más tarde. Él entraba a hacer el resumen de prensa a las 6 menos algo, me lo conocía e l ascensor y y o l e decía, buenos días, bueno, pues allá perfectamente p e r o claro, resultas de todo aquello, eso era una, escu eso era una, una escuela formidable de periodistas. Así fue, una escuela formidable. Sin duda, no. Y además h a estaba ahora recordando que es que por, por, por antenas empezaron muchos de los que luego han triunfado, pues,、eh, desde c r u z y Raya de la mano de José Antonio Plaza, que tenía un programa en aquel momento de la,、eh, por las mañanas. Hasta, hasta el, los propios Goma Espuma que marcaron una época, y yo recuerdo todavía los sábados por la noche en Oquendo 23 que se formaban colas de gente joven para intentar entrar en, en los estudios para, para seguir los chica, programas sobre de todo Goma chica, Espuma.、Sí. ¿no? Ver, ¿no? Javier, dices e de intentar entrar, es que no se podía entrar, estaban sentados en el suelo y no se podía entrar en el estudio. Efectivamente, pero, pero Javier, recuerda recordar, recordar también aquí a todos los directores de emisoras y todo lo que se hacía, porque hablamos mucho de Oquendo, pero en emisoras, p o r ahí se、es. vivía. De una forma, eh, ah, Hay el... capítulo especial para directores sí, de emisoras sí, sí. en este maratón. ¿eh? Al pero, final, y pero... va a haber directores muy importantes que hoy son, hoy son altos cargos de, de compañías. Pero, pero fíjate, por ejemplo, pongo el caso de deportes d de en p o r t e e s antena 3 a nivel local. En mi caso, en Alcalá de Henares,、uh -huh. se gestaron tres de las figuras de deportes que, existen, que están ahora、eh, d e vigencia. De relleno, José María d el Toro,、uh -huh. entre las retransmisiones en Telemadrid, y、eh, Roberto Palomar,、uh -huh. que empezaron ahí, que reactor jefe de marca, este, empezaron allí. Tiene o sea, reivindicativo. Formado... Bueno, documento para la historia:、eh, José Antonio Plaza, con Luis Ignacio González y con los muy jovencitos Cruz y Raya. Amigos, el que no se consuela es porque no quiere. Cada uno es como Dios le hizo y aún peor muchas veces. Esta frase la dijo hace ya más de 350 años uno de los escritores españoles más divertidos, Miguel de Cervantes. Como él escribiría hoy, en un lugar de la programación de Antena 3, acaba de comenzar un programa divertido. De lunes a viernes, a esta misma hora, ¡Viva la gente divertida! Y aquí conmigo y con todos ustedes en esta maravillosa mañana de otoño, Napoleón González. Buenos días. Muy buenos. Y a ver cuándo desayunamos, que ya son las nueve y media y todavía no, no hemos desayunado. Bueno, y aquí a mi izquierda, este dúo cómico que es Cruz y Raya. Buenos días. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¡Qué gurro, u é g u r r Ellos,、eh, parece que sí han desayunado. Sí, que nosotros como siempre en forma, ¿no? Tenemos ya las gargantas a punto. O sea que la botella de whisky que había en la p a p e l e r a a la entrada del、nah, estudio、nah, ya、nah, s a b í a、nah. porque estaba ahí. Amigos, Barrio Sésamo es uno de esos pocos programas de la televisión tolerado para niños de 3 a 9 a No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3. Bueno, la calidad de l sonido no es la mejor. En aquella época no existía lo digital. Hemos tenido que rescatarlo de condiciones un poco polvorientas, por decirlo así. Entonces、pues、Ignacio,、eh, que también ha salido aquí, esta voz tan especial y tan impresionante, es una enciclopedia biológica de la radio. Y en aquella época era muy poco mayor que yo. Él sabía la,、eh, quién era por la voz cuando entraba allí en la emisora al principio.、Eh, cada redactor, todos y cada uno de los redactores. Y luego sabía、eh, cuáles eran las sintonías, el numerito de la sintonía en toda España, pero también de la COPE y también de Radio Nacional. Entonces íbamos、si、a encontrar la frecuencia día, las frecuencias. Aquí puede s poner Antena 3. Se las、sí, la sigue, la ¿eh? sigue sabiendo. s、sí, l i g u e sabiendo. Sí, sí, sí. Luego estará aquí también. Y i d o para e s t i me r f e r í s Luis Vicente, yo creo que deberíamos hacer un homenaje hoy también a los seguidores y los oyentes de Antena 3. Son verdaderas、eh, fanáticos de, de todo lo que está pasando en redes sociales. Es decir, a, a Rafa Cerrón me comentaba ahora en la. la Pecera, que el blog、eh, que escribió ayer en ABC, sí, ABC.、Eh, pasó ABC. De, de cuánto era de. Eh, eh, un, un día normal está entre mil y dos mil visitas,、es、muchísimo porque no es de fútbol ni del corazón. Entre mil y dos mil visitas, ayer fue meter el tema Antena 3, sigo siendo el mismo tío y, y difundo igual por lo del Twitter.、Eh, y difundo, y esa, se puso en un momento en 12.000. Es que la gente sigue esperando esto. Lo que pasa además es que en Twitter no difundes igual porque hay muchísima gente buscándonos en el vacío ese de la, de la, de la red. ¿claro? Cierto es. Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Fundación Telefónica con los 33 de Antena 3 en Capital Radio.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 La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Como saben las salchichas, Oscar Mayer. Como se e s t i n g d e オスカルマイエプレベスサボオスカルマイエプレベスサボオスカルマイエプレベ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 Y、contra. como en todo encuentro o reunión de amigos como esta, esta de los 33 de Antena 3, no puede faltar algo para picar y de calidad. Por eso, para estas ocasiones especiales, os recomiendo e m b a s i s Ya sea un desayuno, un cóctel, una comida o una cena con e m b a s i s seguro que siempre aciertas. Visita su página web, w w w e m b a s i s e s Recuerden, con dos S's e Y. Y descubre la amplia gama de productos que nos ofrece para cualquier encuentro. e m b a s i s desde 1931, tu pastelería delicatessen. Lo vamos a probar, de verdad, Maite. O sea,、bueno. que no creas, aquí la publicidad <risa> la, la, la testamos、eh, y la vamos a catar los que estamos aquí. 33. 33. 33. 33. Esta es la canción que Consuelo Berlanga le hizo presentar a Enrique Tierno Galván, creo. o q u e nos decía hace tan solo un instante? Bueno, bueno, Rosalía, ¿cómo estamos recordando los buenos tiempos? Es que lo bueno de aquello es que había mucha gente que tenía que、no、era, ilusión. n q u e no era esto que dice Consuelo. ¿Cómo que,、no、ver, Consuelo? ¿Cómo que no era? a h o r Consuelo, ¿cómo que no? Acércate aquí al micrófono. ¿Cómo es la indicatoria hay... de Tierno en un i s t a n t e Eh, eh, Con solo por esto, el micro, el micro este que no es de atrezo, o sea, es por aquí por donde. Dale, dale. dale, dale.、Sí. Pero cuando entro se me oye. ¿Dónde está el recorte? El recorte,、eh, creo que lo tiene. No sé si、sí, q u i é n lo tiene. <risa> lo, lo buscaremos. Están haciendo pegatinas. <risa> vale, nos l l e v e m o s una sola.、No, de, decía que no podemos olvidarnos porque esto es radio y se oye. Pero hay que acordarse del origa que nos hizo el logo. Que es uno de los lobos mejores, claro, s lo primero que hicieron cuando llegó Asensio es fundirlo, porque era bueno. Y entonces, pero no sé si la gente joven lo ha visto alguna vez, pero era buenísimo, blanco y negro de pegada. Bueno, era fantástico. Loriga, un besito, aunque no se te oiga en la radio. Blanco y negro, era rojo. Blanco, blanco y rojo. Blanco y rojo. Blanco y rojo, es que he dicho blanco y negro porque una es mayor. Pero q u i é n quiere hacer la voz de Tierno Galván? No, yo no.、Eh, Rafa, Rafa, que se presta a hacer. Rafa a hacer... desde aquí. Si estuviese Luis Ignacio, seguro que. Claro que no sabe, yo no sé cómo hacer l o de t i r n o n o s acordamos. ¿eh? Va, va a dedicar el disco、eso、de Enrique es, Tierno eso Galván. El disquito y, y sobre el disco entra con Tierno con Galván. Mi, con mi timbre, claro, porque yo no soy Luis Ignacio. Cuando queráis. A ver,、ya. El d i s q u i t o Tenemos el gusto de presentarles a un conjunto que se llama Pato de Goma y que es uno de los conjuntos que más van a flotar porque son patos y porque son de goma. Y van a estar muy pronto en el Manzanares. La canción se llama Piel de Terciopelo. La presenta el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván. Es una canción que engaña, decía el viejo profesor. Con esto de las alergias puede dar una sorpresa, pero no obstante, estoy seguro que les va a gustar porque responde al número 333, que son tres veces tres y que resulta grato fonéticamente. Este disco es el número tres de los treinta y tres... de antena tres! ¡Qué bueno! o n o e s t á s s o ñ a n d o e s c u c h a s l o s 33 d e a n t e n a 3 La r a d i o b i e n h e c h a Bueno, con el micrófono abierto, todo este escándalo es porque está entrando en el estudio de Capital Radio en esta edición especial que estamos realizando en directo el gran Vicente Mateos. ¿Cuántas,、eh, ¿Cuántos boletines, cuántos informativos de antena 3 de radio habrá hecho en su vida Vicente Mateos? Por supuesto que ni los ha contado. ¿Cómo los va a contar? Porque pueden ser millares de ellos. Querido t o c a y i e n v e n i d o Bienvenido. Igualmente, igual a todos los que estáis en la mesa, me alegro mucho de veros porque además hacía muchos años que no s veía. Pues a Pepe sí le había visto en alguna ocasión, en el aniversario ese que se hizo Antonio Herrero,、eh, pero Alfonso no, y a ti tampoco hacía mucho tiempo que no te veía. Muchísimo, vamos, años, más de 20 años, probablemente. Sí, <risa> si eligieras un recuerdo impresionado en tu corazón de Antena 3 de Radio, ¿cuál dirías que es? Yo,、eh, más que recuerdo así en concreto, A mí me gusta recordar a Andrés de Radio como una, como una buena familia de gente muy joven y que cambió la manera de hacer la radio en este país cuando, cuando empezamos. ¿no? Porque yo creo que empezamos a contar las cosas de otra manera.、Eh, se dio cabida a una gran variedad de voces, de gente muy joven, muy fresca. Hacíamos una radio muy fresca e introdujimos novedades en la manera de contar las cosas que hasta ahora, hasta ese momento, no se habían hecho. Está el jefe que lo era antes,、eh, antes, el director de informativos, Pepe c a b e r o ¿Cómo eran los informativos de Antena 3? ¿Por qué empezaron a, a pisar algunos callos? Bueno, pues porque, porque eran, muy atrevidos, eran muy atrevidos. Yo me acuerdo que con Miguel Ángel Nieto empezamos a hacer el primero de la mañana, que estaba Margaret Thatcher gobernando en Gran Bretaña. Y me acuerdo que cuando dábamos paso a las noticias de Gran Bretaña, Miguel Ángel hizo una careta que decía Margarita la embaladora o algo así, si no me acuerdo muy bien, para empezar a contar las cosas de, de lo que sucedía en Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, así cosas, yo recuerdo por ejemplo que nosotros lo que hacíamos era、eh, contar detalles de la psicología del protagonista. No, yo me acuerdo que las crónicas nosotros contábamos si había llegado enfadado, si no estaba enfadado, si sudaba, si no sudaba, c ó m o i b a vestido, q u é habían comido, q u é no habían comido. Sí, detalles de los que no hablaba el resto. De los que ¿no? no hablaba nadie, hombre. Yo además recuerdo que Radio Nacional era una radio muy hermética, muy formalista, muy... sonaba mucho antiguo. Eh, la cadena ser tenía una forma de hacer una dinámica que, que no había quien metiera mano, y, y, y yo creo que nosotros rompimos esos esquemas. ¿no? Y, y por ahí es por donde Antena 3 empezó a, a hacerse notar. O sea, políticamente inc incorrecto, pues sí, sí, de alguna manera lo éramos. Y luego, por otra parte, también、eh, la dinámica de los informativos era muy abierta y muy libre. Es d i r yo me acuerdo aquellas tres unidades móviles, la rosa, la blanca y la negra, que, que salían t o d a las. Las mañanas a buscar noticias, ahí me tocó ir con las tres en distintas ocasiones, n o y aquello no se ha vuelto a hacer, pero aquello era una idea magnífica porque era、mmm, ir cubriendo continuamente lo que iba sucediendo a lo largo de la mañana, e n a c i u d a d como Madrid, que pasa de todo, y aquello era maravilloso. Yo recuerdo muchísimo las salidas con la unidad móvil. Uh -huh. A la calle,、eh, y además me acuerdo que la gente nos acogía muy bien, ¿no? Cuando aquello ya empezó a cobrar una cierta presencia social, pues yo me acuerdo que la acogida donde llegábamos era, era siempre muy buena. Hicimos un, un anuncio muy significativo de esto que está diciendo Vicente Mateos ahora. Y era una unidad móvil, simulaba una ambulancia que iba con su sirena que tenía la leyenda: déjala pasar porque va en busca de la noticia. <risa> sí, sí, sí. Es、sí, verdad.、Sí, de acuerdo, de acuerdo. Déjala pasar acuerdo. porque va en busca de la noticia. Así es, sí. Y luego hay otro anuncio. Bueno, otro par de anuncios geniales. Que era, escribiente, dice no, decía Javier antes, noticias veraces y opiniones independientes. Un anuncio en que se v e í a una chica. Con unas piernas y un. n lo que lo diré? Maravilloso, con unos jeans cortísimos, de estos cortados con tijera, un poquito por encima de las nalgas. Ay, sé, sé. Y el anuncio、mmm, decía: Algunos dirán que esto es un trasero.、Mm -hmm. José María García. Dice que esto es un culo, un hermoso culo, porque en Antena 3 llamamos a las cosas por su nombre. Hoy la... habría sido calificado de machista, demasiado agresivo, atrevidísimo, ¿verdad? Hoy habrá sido prácticamente imposible. Pero en la línea que decía antes Carlos S.H., al que lo veo allí, que por cierto también veo a Nieves Herrero, que no sé si sabréis, que fue ilustre miembro del comité de empresa de Antena 3. Nieves, entra, Nieves. por favor, entra a saludarnos. Bueno, Nieves se va, va a seguir con este、al、programa enseguida. Sindical, junto con Antonio Herrero, que también era, y que en el año 1985 hicimos el primer convenio colectivo de Antena 3. No sé si es políticamente correcto lo que voy a decir ahora, pero en ese comité de empresa no había ningún representante de los sindicatos de, de clase en ese momento. Ni comisiones obreras ni UGT estaban sentados allí y todos eran trabajadores independientes, como Nieves Obrero. A ver, Nieves, hola Nieves. Hola, muy buenos días, qué alegría, qué emoción. Qué, ¿Eras qué sindicalista en Antena 3? Bueno, pues tengo que decir que mis compañeros,、eh, entre otros, no sé si Vicente, Vicente también. Exactamente, sí, está b e Para que nos enfrentáramos a nuestros jefes que t e n é s aquí delante, ahora que mismo, tenemos ¿no? delante, y entonces intentábamos negociar con ellos, verdad, Vicente, subiendo un punto más, porque claro, luego nos teníamos que enfrentar a nuestros、eh, queridos compañeros y decirles, oye, que hemos conseguido esto o que no hemos conseguido nada. Y dicen que éramos、eh, un poquito duros a pesar de la sonrisa, no lo sé, y que al final conseguíamos el término medio, no Javier. Yo, yo, fíjate, una de las cosas、eh, que tengo a la comentar siempre es que la. La, la época de la radio fue en, en este sentido, en el contexto de la relación empresa-trabajadores, yo creo que fue casi idílica.、Eh, dicho eso, no quiere decir que. Que, que no d i e s e miedo a entrar en tu despacho. Que, que, ¿eh? que, que cada parte no reivindicase, lógicamente, sus intereses ¿no? y los defendiera. Pero sí es cierto que hubo siempre una armonía y una lógica y un entendimiento, y eso permitió、eh, precisamente que, que nunca tuviéramos ningún conflicto ni ningún problema más allá de las. cuestiones normales, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentaba Alfonso de los anuncios y de los esloganes, yo quiero recordar también aquí una cosa que, que Manolo nos, nos metió a todos en la cabeza desde el primer momento, porque el eslogan, uno de los principales, era Antena 3, la radio bien hecha.、Uh -huh. Pero recuerdo que en el anuncio ponía Antena 3, la radio comercial bien hecha. Sí, señor. Porque siempre se le dio una gran importancia、sí. al, a, al tema comercial, porque a l fin de cuentas, ¿cuál era nuestro gran objetivo? Precisamente. tener Solvencia económica y capacidad económica para no tener que depender de otras cosas. Entonces, al final la libertad te la da precisamente pues, el, tener, el tener unos buenos resultados y el conseguir、eh, financiarte por ti mismo. Ahora que lo dices, Javier Jimeno, te... aprovecho para dar las gracias a quienes nos están apoyando en este reencuentro a los tre... de los 33 de Antena 3, a tanta gente que lo está haciendo. Y quiero dar las gracias también al, al grupo Prisa, porque Antena 3 de Radio es una marca de Prisa Com, ¿no? la Fundación Telefónica. Eh, vamos a presentar cosas nuevas que están haciendo y dar gracias a muchos amigos, ¿no, Maite?、Eh, sí, como a nuestros amigos de Embasi, que por cierto, ahora que se acerca el día de la madre el fin de semana que viene, os recomiendo regalar una de las cestas que puedes encontrar en Embasi. Encontrarás cestas de bombones y flores para esa persona tan especial y lo puedes hacer visitando su página web www.embasi.es y encuentra tu tienda más cercana, Embasi, desde 1931, tu pastelería Delicatesen. Y también podemos acompañarlo con una cerveza sagra que nos acompaña a toda la s Tardes en nuestro programa After Work con nuestro compañero Eduardo Castillo. Esa, hay una cerveza de Sagra que tiene una estrella Michelin. Y que hay que andar con ojito cuando la, te la tomas, ¿no? La probaremos al final. <risa> al final, al final que tiene muchos grados. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. Fundación Telefónica.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 Te Mereces buenos días. El café con leche instantáneo de Nestlé. Pon en tu taza dos cucharadas grandes de buenos días. Luego a ñ a d e solo agua caliente, azúcar al gusto y a disfrutar de los mejores buenos días. Alfiler de camiones Gómez, dígame. Hola, buenos días. Buenos días.、Eh, ¿Todavía les queda algún camión? Sí, cómo no, señora. ¿Tenía pensado de algún tamaño? Bueno. Más bien grandecito. ¿Qué tal uno de cinco metros? No sé,、eh, quizá un poquito más largo. ¿Más largo? ¿Uno de ocho metros? No, no, no, no creo que me llegue, no. Vamos a ver, señora, mire, tengo uno de doce metros extra ancho.、Ah, es que creo que no me coge, ¿eh? Entonces tendrá que llevarse el tráiler doble extra ancho de quince metros con triple eje y tracción a las ochenta ruedas. Bueno, si no hay otra cosa. Aniversario al campo. Mudes de artículos a los mejores precios de la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 ¡Más, más! No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. Estamos juntos, quienes hicimos Antena 3 de radio durante una larga década. Aquella radio que se convirtió en la número uno de audiencia en España. Aquella radio cantera de grandes profesionales que hoy tienen altas responsabilidades. En otros medios de comunicación tienen. Algunas otras actividades, algunos están c a m b i a d o de negocio. Bueno, de aquella radio informativa, Pepe c a b e r o era su director.、Eh, había reporteras,、eh, oh、creo. Adiós, adiós Nieves, nos toca. <risa> las <risa> dos, dos reporteras estrellas. ¿Cómo se presentaban las dos reporteras estrellas de Antena 3 de Radio? A ver qué dices, Pepe. <risa> Yo creo, por, al margen, no creo que las haya olvidado nadie, nunca, porque Nieves y Consuelo tenían entre ellas una, una pelea, una pugna permanente. ...por hacer el, el trabajo más... Más distinguido, más destacado. Y Tenían más, celos, más una de e s a Pero qué, ¿Qué dice. 33 años tretra. después, ¿cómo puedes decir、Tres. Pero bueno, ahora me han abierto el micrófono, ¿por qué estás callando diciendo qué es esto? Tremendos, <risa> tremendos. No, no. Bueno, serían. Yo no lo sabía lo comentaba. Dices, déjalo, déjalo. Sí, es muy bueno que la competencia. ¡Qué mala leche, con perdón! Era una competencia sanísima y era un producto magnífico el que hacían las dos. Pero déjame Decir que además con Pepe、eh, compartíamos un programa que se llamaba La Medalla de Antena 3,、sí. que me tocaba ¿La medalla organizarlo a mí. Cada... Espera Nieves, porque la tengo. Cada、eh, semana hacíamos、pues, pues, bueno, una, una, una, una, una caja de sorpresas Pero, con Sergio Berlanga. Luis Vicente, <risa> quiero、recorde. que sepas que entrevistamos、eh, desde Premios Nobel todos los que te imagines, ¿Sí? a grandes escritores, artistas, y yo recuerdo entrevistando, por ejemplo, a Jorge Luis Borges,、eh, Le entrevistamos Uf,、eh, a oscuras, a oscuras eh, y, eh, nos pusimos a su altura y hicimos una entrevista、eh, como él, sin luz, pero fue maravillosa. Recuerdo una, Camilo José Cela. Que sí, de repente no, se le abrió nos, la bragueta. No s Y <risa> s a l i ó a la puerta y, y yo que iba en calzoncillo, efectivamente. Y s、sí. i e m e se quedó muy, muy bloqueada. Yo me quedé bloqueadísima porque digo, ¿y ahora qué hago? <risa> y recuerdo también, por ejemplo. Aquella medalla que, que le dimos,、eh, bueno, pues vino Santiago Amón, no sé si recuerdas,、oh. para entrevistar a Tapies, y de repente yo creía que le iba a elogiar, y dijo, y dijo, aquí está, Eh, la, el detritus eleva, elevado a la enésima potencia. Y tú y yo, con cara de e s t o q u e es? ¿Un elogio? ¿No es un elogio? Y al final era un elogio. Era Pero、Santiago. es que Santiago Amón era así, ¿no? Y bueno,、eh, recuerdo muchas medallas y luego muchos debates, porque los primeros debates que se hicieron, también Pepe me, me hacía organizarlos. Y recuerdo que por allí pasó todo el mundo. Llamábamos a un ministro, venía. Es que yo creo que hay que decir que en aquella época, Luis Vicente, tú llamabas a la cárcel y se te ponía tejero. Tú Bueno, ibas... bueno. Espera, se me puso Tejero. Sí, pero había que trabajárselo. No lo vendas tú aquí como que se ponía cualquiera, porque no se ponía cualquiera de cualquier manera. Que es que sí, fue con s u e l o d e a r l a n g a para ser exactos. No, pero verás, ya que dice Tejero, a Tejero le llamé yo y a la cárcel. Pero estuve a punto de llamarlo yo antes. Y dije, ¿se que puede poner el señor Don Antonio Tejero, por favor? Y yo creo que alguien debió de pensar que era su hija. o que... Y entonces dijo, sí, sí, sí. Y digo, hola. Eh, soy de、estamos、Antena la, 3, estamos, estamos en, antena. en el aire y le estoy grabando. Porque una de las cosas que nos enseñaron en aquella Antena 3, que lo sabéis todos, era grabar、eh, María Ángeles, que es una de las leonas de Castilla. Ella y yo empezamos juntas, nos grabaron las、Ángeles. leonas de Castilla. La s leona s viene de antes.、Eh. antes o、oh, Maite, alcalde. Hola, Maite. Hola, Luis Vicente. Porque informativos, informativos en emisoras de provincias, vaya buenos que se hacían. Hola, José Luis Ávila. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tendría que haber ido a Ciudad Real. Bueno, yo tengo que decir, para romper lo que decía Pepe, que no había tanta competencia. Estaban José Luis y Consuelo y María Ángeles el, eh, eh, al lado de un gran hombre como era Antonio Herrero. Mira la, la medalla de antena 3 de Rafael. Y nosotros, Pepe, hablaba... frente, maite y yo, sufríamos a Pepe que nos decía: Sois unos burros. Esto <risa> yo lo he oído más de una vez. No,、sí. Bueno, yo, yo he de decir que disfruté y sufrí a los dos. ¿eh? Bueno, Pepe hablaba de piques. Vale, venga, Nieves, la medalla de antena 3. Sí. La, ¿La tienes? Pues yo creo que sí, en algún sitio, pero no, no, no, no a la vista. ¿Te、no? la dio Manolo? Yo creo que la tenemos, la tenemos, pero es que a mí me la dio Manolo. El pueblo del momento fue maravilloso. ¿Cómo se hacían los informativos en las emisoras de Antena 3 de Radio? s e que Maite tiene ahí una, una experiencia, unas tablas. Pues fíjate, hace 33 años teníamos un teléfono. En la emisora, un, teléfono, un número de teléfono con varios, sí, con varios、uh, aparatos, Supletorios. Pero, pero un número de teléfono. Y a partir de ahí había días que、eh, estabas, estabas sola, estabas sola con el técnico y a veces sin el técnico. Es decir, que ya tenías grabadas tus cosas y eras capaz de poner que había Revox, que no había como ahora mesas y todo. No, no, no, había Revox, podías meter en medio de las eh, noticias. Eh, Cuñas de las elecciones, y entonces tenías que rebobinar una cinta de 30 con una de 35, con un... y después hablabas del tiempo. Y además llamabas al concejal y además llamabas al presidente de la Junta de García de la Mancha, que también se nos ponía a nieves. <risa> se te ponía todo el mundo. Hoy no se pone nadie, pero hace años se ponía todo el mundo. Sí, sí, pero ahora 33 años después ves que de repente no funciona internet y está todo el mundo bloqueado. Y dices, pero vamos a ver si hace con un teléfono y cuatro、eh, Bueno, conexiones que ibas haciendo después de ir a plenos y a ayuntamientos y a diputaciones y tal. Hacías un informativo de media ¿Y, ¿te lo hora. ¿Te acuerdas, Maite? O María á n g e l e s r e c o r d á i s cómo percibían las autoridades Antena 3 de radio también en provincias? Pues fíjate, nosotros, yo estuve concretamente en Toledo y allí llegó Antena 3 en la FM. Y luchando contra una serie de emisoras del Grupo Rato, de tal, que llevaban c u años. r e n t a a Sí, sí, dilo de rato. <risa> no, n mucho. 40 años. a Entonces la gente te decía, pero hija, ¿dónde salís? Y le decías a la gente mayor, ¿no? Pero es que hay en el, en el aparato una,、sí. una tecla que usted la pone y, y, y pone AM y FM. Y ya la gente empezaba y empezaba Y el y... estéreo, o Sí, sí, sí. Y luego, sí, luego ya empezaban a ver gente, pues muy joven, porque éramos todos unos niños allí, Haciendo cosas y estando bueno, y al final muy bien. Yo creo que hicimos un trabajo duro, pero que dio muchas recompensas. A mí, por lo menos, me... duro de muchas horas, ¿eh? muchísimas, muchas, ¿eh? muchas, muchas, muchas, muchas horas. Uno de los méritos de Antenatriz fue eso: que tenía una relación muy joven. Muchos,、sí. Muchas de, los, de las personas se estrenaron allí, tuvieron un, primer, un, un primer aprovechamiento. Yo creo que además muy profundo y muy, muy vasto, como decía. Fuiste gran maestro, Pepe. l e r es que explotamos un poco, a, porque, pero había un entusiasmo también. Había entusiasmo pues, había, y había muchas ganas. Yo estuve acuerdo cuatro años y medio trabajando de madrugada para el primer o de la mañana, y me acuerdo que iba a la radio doce y media, una de la madrugada. Salía de la radio, montaba en el helicóptero, bajaba del helicóptero, volvía a la radio y no al Congreso. Explica lo del helicóptero. Y volvía otra vez, terminaba a las dos de la tarde. El helicóptero fue una cosa también muy original de Antena 3. Sí, Además, no, el helicóptero estuvo funcionando, si no recuerdo mal, dos o tres años. Hasta que se cayó. ó no! no, Ay, no. Nos, caímos, nos caímos varias veces, ¿eh? nos caímos varias veces. Primero empecé yo, luego s i g u i ó Rafa Cerro. Y el helicóptero estuvo muy bien, o sea, volábamos todos los días de siete y media de la mañana a o ¿eh? Contando y... el, tráfico. el tráfico. Contando、sí. el tráfico el y lo tráfico. que no era el tráfico. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, la manifestación del Cojo Manteca famosa、mm. contra la ley de educación de Maraval, e s a l a r e t r a n s m i t í d e s d e el helicóptero, me acuerdo perfectamente. Y tuvimos un par de problemillas, alguna vez nos caímos, pero no llegó a pasar nada, porque el problema era que se iba el rotor de cola y entonces el, el helicóptero no tenía dirección, tenía solo sustentación y había que ir moviéndote en función del, de los vientos. s c o c o n s e g u í llevar a barajas. A mí lo que más me gustaba de aquello es que volábamos los c o、no、n s e g u í llevar a barajas, c o n s e g u í llevar a barajas. Pero yo me acuerdo que llegábamos a volar los sábados y sobre todo los domingos. Los domingos porque volábamos a las 12 del mediodía. Y todavía no estaba construida la M30, estaban construyendo la M30. Y entonces yo le decía al piloto: no me hagas ir hasta Barajas. Recógeme en un descampado donde están haciendo la m e t i c i n a <risa> <risa> Yo me acuerdo que llegaba a las 11 de la mañana, más o menos, allí y era el sitio donde iba la gente. Todavía se hacía en aquella época que iban a lavar el coche. Y entonces había familias con el padre lavando el coche, los niños y tal. Y claro, veían un tío que llegaba en un coche, venía un helicóptero, se montaba un señor, Ay, se iba al helicóptero, volvía <risa> al helicóptero. La gente s o r p r e n d i d a Ahora, ahora Vicente se Mateos, tienes que contarnos algunas cosas no conocidas o no muy conocidas de Antonio Herrero del PR.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 Talvo Horizonte, gasolina y diésel. Vea los p e u g e o t Talvo en Vaquero Motor Cisne 5 en Loja, Avenida de Los Ángeles. Asimismo, no lo dude, si busca la moda masculina para esta temporada, debe acudir a Paños Ramos, porque Paños Ramos, en Plaza del Carmen 27, tiene sastrería, camisería, géneros de punto, confección y pañería, prendas deportivas. Vea escaparates, primeras marcas a su justo precio, garantizadas por Paños Ramos. Paño Ramos, Plaza del Carmen 27. Hola, soy Chopin y estoy contento porque en Antena 3 se puede escuchar buena música clásica: sí, sí, sí. ópera, zarzuela y grandes orquestas. Todo ello en un programa dirigido por Rafael Benedito. No no no, ¡No, no, no! Esperen, esperen, por favor, si tampoco lo hace tan mal. Bueno, ¿y qué programa es? Se llama concierto para empezar el domingo. Todos los domingos, desde las cuatro de la madrugada hasta las nueve de la mañana. ¿Y quién dice que lo hace? q u é es para mi empleabilidad?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 Si estás buscando un regalo con el que siempre acertar, te recomiendo las cestas de Envasi. Fua de oca, mermelada artesana, espárragos de Navarra, botellas de vino de Rioja, todo esto y mucho más lo tienes en las cestas de regalo de Envasi. Para un cliente o para un amigo, con las cestas de regalo de Envasi siempre acertarás. Solo productos Delicatesen. s Visita su página web www.envasi.es y encuentra tu tienda más cercana, Envasi. Desde 1931, tu pastelería Delicatesen. s Treinta y tres, más, más, más, más, más, No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. Qué feliz reencuentro. 33 años han pasado desde el nacimiento de Antena 3 de Radio y hoy las voces que trabajamos juntos en aquella aventura que se convirtió en nuestra pasión lo estamos celebrando con nuestra audiencia, que era la mejor manera que se nos ocurría de hacerlo. Informativos, estamos hablando de eso ahora. Luego van a venir programas, van a ir directores, técnicos. Bueno, veo ya entrar a nuestro queridísimo Víctor Márquez Reviriego, hecho un chaval, Alejandro Dueñes, que luego nos va a contar cómo fue pionero Antena 3 de Radio en la información económica. y ahí estuvo él con Miguel Ángel García f u e z En aquella famosa antena de la bolsa, ¿verdad? Yo te mate en la bolsa t、eh, eh. a m b i Y yo. La... Y mira dónde <risa> he acabado. Éramos, éramos <risa> multiusos, por favor. Si、sí, sí, es que es hacíamos todo,、sí. podíamos estar por la mañana en el Congreso de los Diputados, por la tarde estando en un informativo y por la noche incluso hacer guardias. Que ahora se lo decía a Pepe,、eh, que en fin, que había noches que hacías los boletines informativos y se encargaban los goma espumas de quemarnos los boletines、sí. y、por、tener que impedirnos. i p r o v s Absolutamente r a el, el boletín, porque a, es que no había nada. A、no. Pepe Cabero le sucedió Consuelo Sánchez Vicente, la dirección de informativos. Consuelo, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de escucharte, Luis Vicente, y a todos. Bueno, buenísimos días, buenos días. No digo que te saluden porque no acabaríamos. Hola, hola, hola, p o r s u e o Hola, buenos días. Muy buenas, muy buenas. Os、pues、voy a dar un poco de envidia. Estoy frente al mar ahora mismo, por eso no estoy Ay. ahí. Oye, qué bien estudio con vosotros. Pues、estoy、nosotros te, te damos más envidia, estamos en el aire. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, y yo también. ¿Qué recuerdos <risa> guardas de Antena 3 de Radio? ¿Por qué fue especial Antena 3 de Radio, Consuelo? Pues porque conseguimos hacer una, una familia y una familia de amigos, además, que no todas las familias son amistosas, una familia de amigos. Éramos muy jóvenes, teníamos mucha ilusión, nos hicimos muy amigos, trabajamos muy bien, muy bien. Conseguimos un milagro visto con los ojos de hoy, que es con muy pocos medios. Con muy pocos medios, pero con mucha ilusión y mucha honradez profesional, llegar a trabajar en la radio líder a nivel nacional de España. Y ahí seguimos.、Eh, con... no, ¿Qué viento ¿Qué ha pasado? ¿Qué viento? Se s mete el viento. ¿Se mete el viento? ¿Se viene, sí, tu teléfono, sí. Ahora no ahora, ahora me retiro del la lado de l m a r Ponte la toalla.、Sí. No, estaba, no estaba tomando el sol precisamente. Pero no, me voy a meter más hacia la parte de los, de, del pueblo, Estoy en el rincón de la Victoria.、Oh, eh, lo que conseguimos nosotros, Luis Vicente, fue tan importante que los oyentes todavía se acuerdan. Cuando nos reconocen y nosotros seguimos siendo amigos y cada uno hemos tirado por un sitio, claro. ¿Y por qué fue tan importante, crees, para los oyentes? ¿Qué, qué dio、eh, a la radio aquella programación, aquellos profesionales? Pues mira, algo que estás tú haciendo también en Capital Radio: independencia, periodismo, independencia de grupos de presión, de partidos políticos, incluso de nuestras propias ideas. No éramos periodistas ideólogos, éramos periodistas, sin más. Es, es cierto. Qué bonito, Consuelo Sánchez Vicente. Un abrazo en las ondas. Un a b r a o en a n d a Grande para todos vosotros. Un besazo. Un beso. un beso, un beso. Antena 3. Son las 9 de la mañana. Las ocho en Canarias. El primero de la mañana. Dirige Antonio Herrero. Antera 3. Que es cuando Antonio Herrero entraba y decía buenos días, amigos, ¿cómo empezaba siempre José Luis? Bueno, empezaba con mucha fuerza. como era amigos, él, ¿no? Buenos días, sí, amigos. Sí, ¿no? sí. Era, era espectacular.、Eh, yo tuve la suerte yo de decir un poco que bueno,、eh, la persona por la que yo me incorporo a Antena 3 Radio、eh, fue una persona que yo considero clave en, ese, en esa emisora y en ese éxito que tuvo, que es José Luis Orosa. José Luis Orozano, director、también. de programas, y fue la persona que me contrató. Y el día que yo aterricé en, en, en Antena 3,、eh, el primer programa al que fui destinado es、eh, con Pepe Cabero, Ahora Cero. Estuve unos meses con Nieves Herrero, con Benito Berceruelo y con Manuel Azcona. Era el grupo de Hora Cero. ¿eh? De ahí、eh, pasé a, a, a, al programa de Antonio Herrero, que en aquel momento hacía un programa local: que se ha, hacía dos.、Eh, Madrid, ciudad abierta por la mañana y antena de Madrid a las 12. Dos programas locales. Y yo, la verdad es que estoy impresionado porque en los siete años y pico, casi ocho, que estuve en Antenatrión, o、no、me despidieran, porque es que hice de todo, o sea, desde confundir el PECUS con el PESUC hasta irme un día que me manda Antonio a hacer una entrevista,、eh, una encuesta、eh, a la gente por la calle en Madrid, Ciudad Abierta, a las ocho de la mañana, sobre algo, alguna noticia de Madrid, y, y no se me ocurre otra cosa. Que parar en la cola del autobús, que es donde había gente, porque si no, a esas horas no había gente en la calle. Y claro, cuando me dio paso Antonio, p u e s llegó el autobús ¿eh? Entonces, el mundo, <risa> <risa> y desapareció. n ¿no? Otro o día en informativos, por ejemplo, que me tocó mucho tiempo hacer los boletines por la noche.、Eh, bueno, pues、eh, con Goma Espuma comentaba Nieves que era una tortura aquello. ¿no? Pues, n o Ahí tenemos muchas anécdotas. Estaba、no eh, s No se lo perdonaremos era, nunca las cosas、además. que nos hicieron. O sea, Era un estudio en el que había 40 personas, gente joven de 20 años, <risa>、eh, con mucha gana de juerga. Y claro, tú llegabas allí con. Tu boletín de noticias, y desde que empezaban a salpicarte con un vaso de agua la cara, te quitaban la silla y te t e n í a s que quedar en cuclillas para acercarte al micrófono, te quemaban con el mechero la hoja, o sea, era brutal. Pero eso era si entrabas en el boletín a las d o s o a las tres porque si entrabas a las c i n c oías o un ronquido y decías, ¿pero qué pasa aquí? Y era、eh, Rafael Benedito que estaba durmiendo en el sofá del estudio porque empezaba a las seis, s n o O sea que.、Bueno. Eh, pero José Luis, yo siempre me preguntaba si esto. Lo oye, Cabero, la bronca que nos cae、eh, mañana es impresionante. Yo creo que hay que decir que ese buen rollo del que estamos hablando desde hace un rato tiene mucho que ver con Manolo Martín Ferrán. Y con Pepe Cabero. Y yo tengo, de verdad, es que les tenemos que estar agradecidos. Yo、no、los enteraba de, de, de todo. ¿eh? todo ¿Tenía espías o cómo, sé, ¿cómo,、eh? ¿Cómo lo, lo sabía? Tenía, tenía, yo... <risa> tenía informadores. Y, al, y al, al principio de la mañana, cuando llegaba a las nueve de la mañana, llamaba al despacho y dice: ¿Qué pasó anoche a las seis de la mañana?、Uh -huh. Bueno, pues ya, ya lo sabía. Él tenía datos absolutamente fidedignos de qué es lo que había sucedido que había fallado. Pues、Bien, eso es nuevo, ¿eh? Porque algunas cosas pasaron. ¿eh? <risa> <risa> pasaron muchísimas cosas. Luego ponemos los dos rombos y contamos algunas. No, dos rombos bueno, no, 20 años. Viste a Mateos por la noche, que trabajaste、sí. mucho tiempo. Cuatro años y medio, nada menos.、Mm. <risa> Pero yo me.、Oh, no sé, hay muchas anécdotas, eso de lo Goma Espuma era clásico. Era te un clásico, dejaban en cuclillas, ¿no? pero también te podían desabrochar el pantalón. El pantalón, por supuesto. Es ¿Eh? sí. otra que hacías. Con ¿no? el público delante, c o n el público delante.、Mm. Pero yo me acuerdo un día, por ejemplo, Juan Antonio Navarro, el técnico de sonido, que daba、mm. por la noche, por la noche se repetía García, a partir de cuando se iba Goma Espuma, no me acuerdo, q u eran e las 3 o las 4 de la mañana, y estábamos en la radio. Él y yo solos y tres redactoras. Y、había. le entró sueño, ¿no? Es la famosa anécdota de cuando le entra sueño y dice: Oye, ¿y ese sillón que tiene Manolo? Ya, claro, pero no era eso. Era que como los Revocs estaban en vertical, y entonces se ponía la torta del programa de García. Y entonces, claro, había que poner la presilla para que la torta con la cinta no se cayera. Y entonces hubo una noche que la torta se cayó. Ay, y estuvo Dios sin Dios. emitir. Pues yo creo media hora, tres cuartos Entonces, de hora, no, tres cuartos de hora fácil. Que no nos e n t e r a m o s nadie. Todo el mundo dormido, no, no, dormido, no. Nosotros estábamos haciendo el primero de la mañana y no estábamos a emisión, ¿no? Pero estuvimos sin emitir, pues yo creo que media hora, tres cuartos de hora、ah, fácil. Pero yo creía que ibas fácil, a contar que está, se tumbó porque estaba、eh, muerto de sueño, se tumbó en el sillón de Manolo, que,、ah, eh, bueno, que sí. era el mejor sillón que había en, en toda la casa.、Sí. Dice,、eh, llamadme, que no vaya a ser que Manolo venga pronto.、Mm -hmm. Y resulta que ese día llegó. Dos horas antes. Abre la puerta y se encuentra durmiendo allí aquel hombre tan、okay. grande. Sí, Juan Antonio. Juan Era un, Antonio. Poco, un poco osada la redacción de Antena 3 de Radio. Y estoy acordándome de una anécdota por precisamente tuya, Nieves. Cuando vino el Papa a España, la periodista osada que se atrevió a acercar el micrófono a su santidad fue. Sí, bueno, que lo diga Pepe. Sí, sí. Nuestra osada reportera. Estaba en todas toda las salsas. Porque yo creo que el primer episodio que cubriste, me parece q fue precisamente. Las elecciones. Con, con... No sé si fue antes. Me mandaste la... al SOE. Y la tragedia aquella del. Yo me acuerdo, la tragedia de la Viena Bianca. e l aeropuerto de Barajas. e s p e c i a l m e n e e t m o s tragedias, Nieves. Estuvimos、Qué、Nieves、verdad. y yo, y Nieves se desmayó. No, se no, no, no, no, no, acuérdate que fue una compañera nuestra. Que, que no es que se desmayara, que, la, que empezó de a entrar ri... un ataque de risa.、Mm. Y me acuerdo que la tuve que arrebatar el micrófono y seguir hablando, porque aquello era tan duro.、Aquello、era a Bueno, era nosotros, antes, pero no, no, esta, no me desmayé en afortunadamente. En ese, accidente, en ese accidente estuvimos、eh, también Guillermo Fesser y yo,、eh, y era brutal, ¿no? O sea, era brutal. Claro, yo, lo que había allí、oh, era、mira. brutal, era brutal. Pero、eh, en el primero de la mañana, que comentábamos antes,、eh, cuando hablábamos de Antonio, en el primero de la mañana,、eh, en un día determinado,、eh, murió Bobby de Glané. Y estábamos en la r e l a c i ó n Guillermo Feser y yo. Entonces nos llama Antonio y nos dice: Oye, coged ahora mismo una unidad móvil, iros al tanatorio y mandáis crónicas de, de la vida de Boydeclané y tal y cual. Coge, ay, ay, ay, ay, cogemos ay, ay, ay, una unidad yo, móvil, yo, ay, ay. un panda, sí, Guillermo sí. y yo, y nos vamos a un hospital que nos habían dicho: Pues no sé si era La Paz o el primero de octubre, el que fuera.、Eh, entramos por allí, no había nadie, tres de la madrugada. Vamos a las salas donde está, donde está el talatorio, las salas de, de los velatorios. Y empezáis a lanzar por esa boca. Y empezamos a rajar, porque claro, había. ¡A qué soledad! ¡A qué,、ah, qué soledad! d n o l a d ¡A q u s o e d a d ¡A qué s o e d a d ¡A qué o l e d a d o l e a d ¡A o l e a d ¡A qué o n o s l l a m a b a y n o s d e c í a m á s d u r o m á s d u r o n o s e p u e d e c o n s e n t i r No se puede consentir esto más duro y toda la noche. ¡Un grande de la radio solo! La radio. Hasta que volvimos y nos enteramos que habíamos estado en un hospital. En otro hospital. Que no, el hospital. no era el del a n d s e ñ a El primero de la agenda. ¿Cuántas cosas recordamos, María Ángeles? ¿De qué te acuerdas tú? Pues ahora que estabais diciendo eso de más duro, más duro. Realmente, Antonio Herrero, donde empieza en la radio, es en información local.、Sí. Y ahí es donde empieza su despegue, porque la información local en radio, pues no es que fuera、era、nada de lo q e sea. La hermanita、forma. pobre era. La ¿no? hermanita pobre, sí, en general. O sea, no había siendo... un seguimiento de. Así <risa> sigue siendo. <risa> Pero bueno, entonces,、eh, Antonio lo que hace es aplicar la denuncia a la información local. Y entonces, bueno,、eh, pone patas arriba el ayuntamiento. Yo lo recuerdo, j o s é Luis también ha estado, Consuelo, que ahora ha salido del estudio, pero también lo sabe. Íbamos al ayuntamiento y es que te perseguían. Es que lo que ha dicho, es que lo que ha dejado de s que, ¿qué estáis diciendo? Y entonces, bueno, pues、eh, teníamos un seguimiento permanente a la que llevaba el gabinete de radio loca, porque tenía que grabar absolutamente el, el programa entero, pasárselo a los tres grupos que había entonces en el ayuntamiento para ver qué había dicho ese día. A no y no se libraba a nadie, ¿eh? porque se libraba le daba a nadie, daba a Álvarez del Manzano, a Tierno g a l v á n a Rodríguez Agún, a todo el mundo. Ahora, la ventaja es que, que entonces, que no había teléfonos móviles, y tenías que buscarte la vida para pasar la información cuando ibas a hacer la crónica del, del pleno en cuestión del ayuntamiento, pues eso sí, te abrían todos los despachos para llamar, no había ningún problema. Es la Oye, única ventaja que teníamos. Yo recuerdo cuando decía Pepe en un boletín o en algún informativo, adelante unidad móvil número 10, y salías tú y de repente empi、eh, terminas, terminas de, empiezas a hablar y suena clon, clon, porque caían las monedas de aquellos. los Teléfonos que antes eran así, ¿no? Y, y entonces se veía que la unidad móvil número 10 era un teléfono. Teléfono móvil. Un teléfono móvil. Bueno, dejamos que... micro, a, a Pepe、señalando. Cabero,、eh, yo creo que a José Luis, a Maite, a María Ángeles que se tomen un sándwich de e m b a s s que, que <risa> saluden a los compañeros, que dejen también、eh, que saludemos a otros compañeros que están aquí. A ver, Alejandro Doñas, hombre, que queremos escucharte. Vente para acá.、Eh, con Víctor también queremos hablar. Están llegando también periodistas. Que en su momento fueron las primeras que se especializaron en la radio. He visto a Elena Gómez, creo que Nieves Goycochea también está por aquí llegando. Hay personas, voces, que vamos a recuperar Margarita Batallas. Creo que también podremos、eh, hablar por teléfono con otras, con otras figuras que no, están, que no pueden estar aquí porque viven en otros lugares, como Susana Palacios, que introdujo la información de tribunales en, en la radio también. Bueno, gran maestro Víctor Marquez Regriego. Es que me hace una ilusión tenerte aquí al lado, Víctor. Bueno. <risa> bueno. Mucho tiempo ya. Mucho tiempo ya. Qué buenos tiempos, ¿no? Yo estuve en Antena 3 cinco años, pero desde su fundación eh, eh, fui muchas veces porque coincidió la aparición de Antena 3 con que yo había publicado un libro de conversaciones con Felipe González, que entonces era el hombre de supermoda. Y estuve en todos los programas de, de Antena 3 menos en el de deportes. <risa> no es el de deportes. ¿eh? Sí, es el único que no me hicieron entrevistas. Tenemos una promoción de Navidad de Antena 3 de Radio, precisamente haciendo una. Creo recordar, vamos a buscarla,、eh, con Felipe González,、eh, imitado por el genial Napoleón Luis Ignacio,、ah, Luis Ignacio que Ignacio, también estará、verdad. aquí enseguida comentándolo. Entre otras cosas que, que tenemos. Bueno, y en, y en la información, Antena de la Bolsa fue.、Mmm, Un hito en la radio fue el primer espacio dedicado precisamente a la información bursátil. Todos los días, de lunes a viernes, Antena de la Bolsa. Un espacio que le ofrece la más completa información del mercado bursátil. Hacia las 12 menos 20 de la noche, una hora menos en Canarias, Antena de la Bolsa, con Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Antena de la Bolsa, con la colaboración de Asesores Bursátiles. Entender de economía y de bolsa había pocos periodistas. Entonces,、eh, Alejandro Dueñas, buenos días. Ni siquiera yo era uno de ellos. <risa> Pero lo intentabas. Lo intentaba.、Eh. Yo era muy joven, muy joven. Yo cuando e n t r é en Antena 3 de Radio, no había cumplido los 30, eran ya, ya los años finales, y fue por una carambola, porque la persona que hacía Antena de la Bolsa y que hacía las crónicas de bolsa para los informativos, un buen día, por una circunstancia, dijo: No lo hago más. José Luis Oroz ha estado desesperado. Dieron conmigo en la bolsa, ¿no? Aquí hay una telefonista, dijo: No, aquí hay un chico joven que parece desesperado. Despierto, que igual él quiere. Y esa misma mañana me, me contrataron para hacer por la noche el programa de antena de la bolsa porque Miguel Ángel García en Juez estaba de vacaciones. ¿Qué fue, fue un... n c o s a s Una casualidad. Además, fue el día del crash del 89. ¿Así empezaste?、Eh, sí. Con el, un crash. Con un crash. Que fue el día que dijo el, el que hacía las crónicas de bolsa en la antena 3 de radio que, no, que lo dejaba ese día. Y, y yo, que era un chico joven, muy tierno, de repente me veo metido ahí. Bueno, Vicente se acuerda perfectamente de aquella época. Sí, sí claro.、Eh, la verdad es que esa fue una de las, de las innovaciones de Antena 3, ¿no? El llevar a la antena contenidos que hasta ese momento no, no se habían puesto en práctica en otros emisores de radio. Y evidentemente la información de bolsa, que en aquella época empezaba a ser una cosa emergente, pues fuimos los primeros, ¿no? Los primeros en, en, en ocupar ese territorio.、Pues、saludamos al maestro, por lo menos mío también fue,、sí. Miguel Ángel García Juez, sí, hombre, ¿cómo estás, querido Miguel Ángel? Querido Luis Vicente, muy buenos días. Pues aquí estamos, sintiendo no poder estar ahí contigo y darte un abrazo y a todos los compañeros y amigos que estaban ahí. Pero ya te conté que estaba fuera por razones、eh, propias de Minisexion y c o n d i c i ó n ¿Eh? Pues te enviamos muchos abrazos. Víctor también te lo envía, que está aquí a mi lado. <risa>、bueno, vi al hijo, Israel, el otro día en、sí. ¿no? un desayuno. Ah, estupendo, estupendo. Ahí está, ya anda el hombre luchando con, con las armas que puede en una batalla tan difícil como esta. Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué, pues, ¿qué、vale? recuerdo guardas tú, Miguel Ángel García, juez de aquella antena 3 de radio? Imagino que agridulce, ¿no? No, no, no, no, es, para mí es dulce totalmente. Es decir, yo venía de Radio Nacional de España, de hacer España a las 8, que era el informativo líder de, de la radio, y me propuso José Luis Oros a incorporarme al proyecto. En principio me sorprendió un poco, porque, bueno, vi más carencias que, que resultados y que medios, ¿no? Pero bueno, todavía tenía la inconsciencia lógica de la edad y dije, pues vamos para allá. Y salga al sol por a que q u e r a Y la verdad es que contigo y con otros muchos compañeros、eh, conseguimos levantar un proyecto que está en la historia, es decir, no se ha hecho ni se volverá a hacer. Posiblemente una radio que, era, que suponía la suma de mucho entusiasmo, mucha ilusión, mucha juventud, y al final, pues el resultado está ahí, al final, pues intereses extraños. Y bastardos acabaron, de los que no somos ajenos tampoco a nosotros, cuidado. Es decir, aquí se ha echado la culpa también mucho a la política y también había dentro de la casa、eh, actitudes y comportamientos rechazables. Pero bueno, lo cierto es que al final、eh, aquello salió, salió muy bien. Y bueno, pues podemos estar orgullosos todos los que estuvimos ahí de haber con,、eh, contribuido y haber colaborado en aquella. De lo que, hiciste, de lo que hiciste, Miguel Ángel.、Eh... ¿Qué te gustó más? ¿La parte seria, informativa, el Crónica 3 o aquella otra brillante, divertida, de Viva la Tarde, con gente como, bueno, con la, Luis Ángel de la Viuda, con Ortuño, ¿no? Con... Luis, sí, con Luis Carandel. Vamos a ver, yo es que como hice de todo, no te sabría decir. Es decir, yo <risas> es que he barrido la relación. O sea, que te quiero decir que, que bueno, yo hice, pues, Crónica 3, Hora Cero.、Eh, fui redactor jefe de servicios informativos, fui director de comunicación. Eh, fui después director de informativos,、eh, hice la tarde, naturalmente, hice la España de las Autonomías, creé antena de la bolsa.、Eh, bueno, hasta, hasta ahí se la salud es lo que importa. Que para un, un hipocondríaco como yo,、eh, que, que dice que e no t n c e se abre al lado y digo, ya estoy costipado, ¿entiendes? Pues tú fíjate cómo es eso, ¿no? Ahora, al final de toda aquella etapa, Debo reconocer que, que ya te puedes atrever con todo. e h Porque, claro, después de hacer una cosa de médico con el doctor Beltrán. Es verdad. La, la salud sí, es lo que sí, importa, ¿no? Hombre, claro, lo vas a contar a mí. La salud es lo que importa, sí, sí. y Es,、bueno. ¿Es ahí y... cuando empezaste a ser hipocondriaco, ¿no? No, no, ya lo era, ya lo era, ya lo era. Ya lo era, ya lo era. Ya lo era. Y, y bueno, era una cosa. Bueno, me quedé además con una cosa. Que decía que era la, la espondilitis a n q u i l o p o y é t i c a Que era una cosa. e s、sí, una cosa, una cosa muy, joro, muy jorobada,、eh, muy dura, muy dura. No, no, sí, y, no, y, y, y bueno, yo pues、eh, al final, claro, yo oía allí cosas y tal, y decía, ¿de qué coño está hablando este hombre y tal? No me enteraba de nada. Pero bueno, yo ponía mucho entusiasmo y al final, pues debió de funcionar porque nadie. No nos no renunció el colegio médico ni nada. O sea que te quiero decir que debió de salir bien la cosa. Exacto.、Bueno, una etapa. Una etapa Muy bonita, que volvería a vivir、eh, sin lugar a ninguna duda, y que, bueno, pues que ahí está para todos, ¿no? Como un recuerdo i m p o r a b l e Desde luego que sí. Miguel Ángel García Juez,、eh, te enviamos un abrazo a todos los que estamos aquí, los 33 de antena 3. Creo que somos más de 33 los que nos sí, hemos sí, reunido. No. Sí, sí, sí. Pues no, pues yo, pues m a n d a l e s un abrazo a todos, lamento no poder estar, y, y bueno, pues que salga adelante. Y bueno, como tienes ahí un maratón montado. Si te falta todavía tiempo para rellenar algo, me llamas. Sin、eh, problema.、Eh, eso está hecho. A ver sí, a ver cuándo recogemos. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel. Enseguida,、eh, vamos a escuchar voces que no necesitan presentación. ¿Ya? Vamos a hacer un experimento. Estás escuchando los 33 de Antena 3, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Cada canción tiene historia con antena 3 de radio, porque esta la eligió Pepe Navarro, si no recuerdo mal, también como sintonía en, un, en una etapa en la que estuvo.、Uh -huh. Bueno,、sí. vamos la a. Tarde, la, la tarde, tarde ¿no? la tarde, e n a Sí, efectivamente, sí, sí, señor. Pepe se estrenó ahí, o sea que realmente ya había hecho radio, pero el gran salto. A nivel nacional lo hace en Antena 3.、Sí. A ver, adivinanza, una de las voces femeninas más bonitas que existen en la radio. Ay, ¿Cómo venga, llegaste a Antena、venga. 3 de radio? No voy a decir su nombre. ¿Cómo llegaste? ¿Soy yo? Eres tú. Eres eres tú. tú. ¿Cómo llegué? Pues porque me encontré a José María García en, en el Vips, de allá al lado de Oquendo, y, y le dije: Anda, digo, ¿tú eres José María García? Digo, pues sé que estáis montando una radio nueva y yo quiero estar ahí. Y se me quedó así mirando y dice: Me gusta, eres atrevida. <risa> y entonces me dio una cita para el día siguiente. Y así es como entré yo en Antena 3. Yo estaba entonces en, en Radio Intercontinental. Era de las chicas de la Inter. Como Ana Rosa Quintana y como otras compañeras. l u e g o e s t a r á Ana Rosa también. Y, y bueno, pues así fue como empecé. Llegué antes de que se empezara a emitir. Y empezamos a, a grabar cosas. Eh, con una jirafa de pie, o sea, con un pie de micro, sin mesas ni sillas, porque todavía no habían llegado los muebles a los estudios, pero, pero empezó la aventura más apasionante de mi vida. Tu voz empezó a sonar por todas las emisoras de a n t e n a t s de Radio.、Uh -huh. Y a todas horas. Antes venía, venía en el coche o y e n d o y estabais hablando del, del comité de empresa. Y yo también estaba en el comité.、Ah, de, sí. De las unidades. Y además sois unos mentirosos. O sea, ahí no se conseguía nada. Entrábamos con unas ideas y salíamos、mmm, con las de ellos. Está Javier Jimeno, director <risa> general de a n t e n a t r e s de Radio, detrás de ti. Me da、aviso. igual. O sea, como si me quiere dar una c o l l e c h a A ver, r q u e conseguíamos, Ana Luisa? Venga, ya n o seas así.、Eh, Ella、hombre. es políticamente correcta y yo que no. no que, <risa> pero no es Ana, verdad que, Ana Luisa nos llevaba ahí siempre al huerto.、Oh, es que pero, quiere, que, Ana Luisa sí lo que quería. n h a c e r era y, y siempre conseguíamos tres puntos más, dos puntos más para nuestro sueldo. Hombre, por Dios, yo no recuerdo eso. Yo sé que vivía bien,、y、o sea q e no r e cabó a que conseguíamos. más <risa>、no, Lo que había, de lo lo que que había nos en、daban. el comité de empresa es que siempre la, la pelea era、mm, negociar sobre m á s salarial. La empresa siempre claro, quería negociar、exacto. sobre más salarial. Y eso, pues suponía que los que ganaban más, ganaban más. Y que los salarios de los que ganaban menos, subían menos. ¿no? Pero, si、los... pero bueno, en e s o Nuestros oyentes no lo ven, pero detrás de este programa de radio hay una preciosa terraza llena de flores y de plantas que Ana Luisa del Palacio, <risa> Ana Luisa del Palacio esa preciosa <risa> voz, ha montado con todo cariño para esta reunión. A lo largo de esta semana, yo la he visto por aquí, por, por Capital Radio, varios días montándolo. Y quiero darle las gracias. de nada, muchas de nada. Por ese esmero, por ese esfuerzo, y también a los peñotes. Nos, también, también, que nos han prestado u n a s p r e c i o s a s platos. Que nos han、plantas. prestado, qué bonitas plantas. Luego vamos a tuitear, ya lo estamos haciendo, tuiteando nuestra terraza que se ha convertido en jardín lleno de, de gente estupenda. Y ahora la otra adivinanza. ¿Cuál es, yo diría, la voz más bonita, masculina de la radio? La de él, la de la él. No, no, no,、la、yo, yo creo que Voy a ponerla. No se ha podido impostarla. voy o a p No, e r l a n eso no es verdad. España, hay que decirlo por delante, tiene. Yo creo que un ramillete de voces.、Eh, algunas se nos han ido.、Eh, desgraciadamente, como pasó pues, el año pasado, hace año y pico, Constantino Romero. o ¿no? n Pero、eh, este es un país de grandes voces y de grandes profesionales. Y uno, teniendo esa escuela, pues evidentemente. Eh, ha conseguido hacer algunos zapatos o coser los zapatos medianamente. n o Qué gran honor tener a Primitivo Rojas y a s a n t i a m o de México. ¡Aplausos para Primitivo! ¡Ah, e n g a va, va. Va, va, va. Oye, Analu, Analu! Ay, este analu, es analu. el tabú que yo quería romper,、sí. porque esa voz perfecta de Primitivo Rojas tiene un acento estremeño.、Sí. Precioso, precioso. Hay、sí. una anécdota última y curiosa que en los premios en Grada. Que se entregan en Badajoz es del mundo de la minusvalía. Se han hecho el 10 de abril, hace escasamente un par de semanas o semana y media. Quien presentaba ha sido una de las voces importantes que ha tenido Antena 3、eh, Televisión. Que es Jesús Olmedo, que es una voz ma magnífica. Y a mí llega un momento en que me llega a presentar y me dice: Yo no sabía que este hombre era extremeño. Porque evidentemente nosotros los profesionales en Madrid no le habíamos cazado nunca. Sí, soy extremeño. Y cuando voy a mi tierra digo: Niño o chacho, o mira, o vamos a tomar, o vamos a tomar algo. Es decir, suavizo, dulcifico, por,、eh, evidentemente porque uno se siente en, en su acento mucho más cercano al t e r r u ñ o de la tierra, que yo evidentemente no he olvidado y que. Desde aquí, siempre que puedo, en un micrófono hago homenaje a Extremadura. Sonríe Julio López, nuestro director técnico, que tiene también un cariño grande por Extremadura. Qué momento más especial. Estás escuchando los 33 de Antena 3, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Hoy en Capital Radio. Y como hoy hablamos de historia, en este caso de la historia de Antena 3 Radio, yo os voy a contar la historia de Embassy, que hoy nos acompaña en la reunión de amigos. Fue fundada en 1931 como salón de té por una irlandesa, por Margarita Kearney Taylor, que llegó desde París. A doña Margarita se le ocurre esta idea al comprobar que no había ningún lugar en Madrid donde una dama pudiera ir a solas a tomar el té. Embassy recibe su nombre de un club londinense del que la señora Taylor era miembro. En los años 80 se decide ampliar el salón de té incorporando un restaurante a sus servicios y pasando de ...puede Ser solo una pastelería a una tienda de alimentación y delicatessen. Actualmente, EnBasi está a cargo de la tercera generación de dueños quienes desde el primer día cuidan siempre su calidad y su prestigio. EnBasi, ya saben, desde 1931, tu pastelería Delicatessen. Fundación Telefónica con los 33 de Antena 3 en Capital Radio. ¿Qué es para mi empleabilidad?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 Hermano Julio, dejaste del huerto. Tenemos una reunión. No, no, no, no, no, no, no. Hermanos, avisan a los novicios, tocan a maitines. maitines, a llamar. Hermanos, os he hecho llamar para comunicaros que el sábado a las dos de la madrugada instalaremos unos altavoces en el convento para que podáis oír goma-espuma. ¡Eh! Todos los sábados, los viernes en Canarias, a la hora de empezar, comienza un programa que termina justo cuando se acaba. ¿Se acaba Gutiérrez? No, Gutiérrez, c a v a Pero c a v a Si acabo, pues ya era hora. Las dos de la madrugada. El sábado, goma espuma. Era n t e n a tres.、Mm, cielo santo, goma espuma. No sé si podré resistirlo. Sí, hombre, sí. í q u e es para mi empleabilidad?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 No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. ¡Qué radio más emocionante! ¡Qué jaleo tenemos dentro! Los profesionales de Antena 3 de radio reunidos de nuevo. Bueno, pues en el principio. Y durante mucho tiempo a Mai Jiménez de Parga le tocó un trabajo extraordinario que hacer en la radio. Hola Mai, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te acuerdas de aquello? Hombre, sí me acuerdo. Os padecí a todos. ¿Sí? ¿Qué te tocó hacer? Me tocó llevar las relaciones externas y la imagen de los diferentes profesionales. Notas de prensa, en fin, todo tipo de pressing, porque no, no era como ahora, que ahora coges y miras un mail a todo, y, y, no, no, entonces era el teletipo, el fax, entonces era completamente demencial. O sea que tú de celos sí que sabes un poco, ¿no? Profesionales. Hombre, hombre de celos, profesionales, todo y más. Porque había quien quería salir siempre por delante de otros, ¿no? efectivamente. Pero déjame decirle algo, yo estando aquí, May, y echando de menos a su padre, a Manuel Jiménez de Parga.、Sí. Sí, que me gustaría que ella、eh, nos dijera cómo、eh, ese padre que tenía, que fue un poco el padre de todos, porque en algún punto nos ayudó a todos en algún momento de nuestra vida o durante muchos momentos de nuestra vida. ¿Y nuestro abogado? Nuestro abogado, nuestro asesor,、eh, el hombre que siempre que nos pasaba algo estaba ahí para decirnos que no pasa nada, que mañana será otro día. Ese hombre, yo no quiero olvidarlo. Porque fue una gran persona, fue un gran ministro, fue además、eh, b uno e uno de los que hicieron posible Antena 3. Efectivamente, Nieves, es así. Y además a él le encantaba, le encantaba ejercer como abogado de periodistas. Siempre decía que para él profesionalmente era lo más interesante, porque quería en la libertad de expresión y, y además le encantaba, le encantaba la radio, le encantaba la televisión, fue uno de los. Defensores de la televisión privada, que, que costó r d a o que c o s mucho introducir la televisión privada en España, y a él le encantaba. De y, tantas cosas fue defensor de la libertad, de y la y también, democracia, exacto, de la Constitución. Recordad que... Recordad cuando llamó Payaso José María García a un ministro, le tuvo que defender、eh, Manuel Jiménez de Parga, y llegó, o sea, la sentencia le dio la razón para decir que Payaso era algo absolutamente honrado. Y García quedó libre de todo cargo. o o sea lo que, consiguió? No sé cómo lo consiguió, pero realmente fue.、Eh, ¿Cuántos hitos ha marcado tu padre ¿no? en la libertad de expresión? Lo echamos de menos, la verdad. Me estaba recordando a Javier Jimeno que hablase del boletín, que ahora parece una cosa un poco, a lo mejor, anticuada, pero creamos un boletín Antena 3 Informa, donde realmente quedó plasmada toda la historia de Antena 3. La verdad, que el que tenga la colección ahí aparece. Todo el n en nacimiento de las diferentes emisoras, todas las cosas, bueno, todos. Actos que se hacían, muy bien, muy bien. Y recogiendo estas últimas palabras de, de Mai Jiménez de Parga sobre la historia de Antena 3, yo creo que la historia de Antena 3 no se hubiera podido escribir de la misma manera sin su padre, Manuel, y sin su tío, Rafael, ¿no? que fueron verdaderamente los, los que consiguieron desbloquear todo lo que es la regulación legal del sector de la audiovisual y, en concreto, pues la creación de la ley de la televisión privada. n o Efectivamente, Antena 3 de Radio abrió aquella puerta que, bueno, gracias a aquello hoy tenemos tantas televisiones, un panorama completamente distinto, pero aquello fue difícil n o y tardó más tiempo de lo que se esperaba. Antena 3 de Radio y los profesionales tuvieron que tener paciencia, recuerdo perfectamente. Pasaban los meses, la ley no, el proyecto de ley no aparecía, íbamos los periodistas cada viernes al Consejo de Ministros a ver si se aprobaba. El proyecto VLE de televisión privada. Y uno tras otro. Esperando, esperando, esperando.、Sí. Pero la perseverancia todo lo alcanza, ¿verdad? Sin duda. Fueron, fueron tiempos difíciles, de muchos recursos jurídicos, de mucha labor mediática también, porque evidentemente. Y en aquel momento gobernaba el Partido Socialista, y, y en ese sentido hay que decir que fue el, el, el gobierno socialista el que aprobó la ley de televisión privada porque al final todo pasa por creer en la libertad, ¿no? Y en este sentido, nuestra, uno de nuestros lemas, evidentemente,、pues、es que la radio y la televisión pasaban por la libertad. Y, y se desbloqueó finalmente y fuimos. Además,、eh, beneficiarios ¿no? de, de una de las, de las cadenas que en aquel momento, si recordáis, se otorgó una t e l e c i n c otra o Antena 3, y luego se creó un canal de televisión de pago que fue Canal Plus. Raza, hace referencia、eh, Mai al boletín advirtiendo que. Era de papel, es una cosa anacrónica. ¿no? Eh, desde ayer a mediodía está lleno Twitter de gente tuiteando fotos de páginas del boletín a n t e a n t e s Informa.、Eh, volvemos a la misma pregunta: h a pasado 33 años desde la fundación, 21 años de silencio,、eh, y la gente sigue buscando aquello. Quiero agradecer a las personas, a tantas personas como nos están haciendo llegar ahora mismo, mientras emitimos en directo este programa, que otras muchas personas escucharán después, gracias a esta nueva forma de oír la radio, que son los podcasts en digital. Pues quiero agradecer a tantas personas que nos están enviando correos electrónicos, tuiteándonos, haciéndonos llegar su cariño por este programa especial. Y quiero adelantar que tenemos una noticia que dar dentro de tan solo un instante. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bienhecha. Fundación Telefónica con los 33 de Antena 3 en Capital Radio.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 Todo un equipo de informadores destacados en Francia para hacerles un seguimiento especial. Conexiones horarias desde las 12 del mediodía. En directo, el final de etapa. A las 7, las 6 en Canarias, el resumen de la jornada. Y en el programa Super García en la hora 0, el análisis profundo de la interesante ronda francesa. Toda la emoción del tour servida por nuestros enviados especiales: Javier Ares, Pepe Gutiérrez, Julio Menayo y la colaboración especial de Luis Ocaña. Un gran equipo capitaneado por José María García.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 No está soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bienhecha. La radio bonita fue antena 3 de radio, seguramente también. Bueno, pues estamos en este programa especial en el que también vamos a dar noticias. Hay dos noticias que vamos a dar. Hay una que viene precisamente en este momento y que suena así. En Capital Radio, vivir, viajar, con Nieves Herrero. Esto es nuevo Nieves Herrero, su nuevo programa en la radio. Tienes que contárnoslo, es la gran noticia, Nieves. Bueno, aprovechando este momento, no podía ser mejor. Es que el sábado que viene, a esta hora, de 11 a 12. Estaremos contando a las personas que en este momento nos están escuchando que se puede tener un fin de semana lleno de ocio inteligente. Vamos a ofrecerles. Todo tipo de ofertas, desde las máscaras a las más mochileras, para viajar, para tener、eh, turismo cultural, gastronómico,、eh, en fin, de salud,、eh, hasta un turismo de shopping, que ahora está de moda, o sea, ir、eh, a comprar, de compras. Yo creo que en esa oferta vamos a tener grandes voces y, sobre todo, yo creo que lo que pretendemos es hacerlo muy divertido, como lo que estás haciendo hoy aquí, Luis Vicente. Yo solo voy a... Decir que el nuevo programa de Nieves e r r e r o Vivir Viajar, va a ser un programa de viajes fresco, alegre y divertido. Es decir, no existe ese programa hasta el sábado que viene. Hasta el sábado con José Luis Ávila y también con Lorena Gamarra. Así que venga, porque nos e animan y nos escuchan próximo sábado de 11 a 12. En Capital Radio, Vivir Viajar, con Nieves e r r e r o Todas las tardes, viva la gente del Cole, segundo gran premio Colgate. Un divertido programa con muchos colegios, un concurso muy divertido, más premios y más participación. Hoy, colegio La Vaca de la Coruña desde Antena 3, La Coruña, frente a colegio Santa María La Real, hermanas maristas, desde Antena 3, Pamplona. No lo olvidéis, todas las tardes en Viva la Gente en Antena 3, a partir de las seis y media de la tarde y hasta las siete, una hora menos en Canarias, tenéis una cita con... Colgate, por una boca sana. Bueno, qué programa más estupendo. Nieves, te voy a dejar que sigas presentando a las figuras que nos acompañan. Me parece muy bien. Esto es un maratón. Estaremos aquí en directo hasta las 4 de la tarde. Así que yo tengo que saludar a las personas que se han incorporado, como Carlos S.H. Muy buenas, Carlos. Hola, Nieves. Enhorabuena por el programa nuevo. Lee, lee, lee. Os habéis enterado. Lo tenía muy calladito, o Mira la cara que se me ha quedado Nieves. No decía Pepe lo del Pique entre las dos. Mira la cara que se me ha quedado. Bueno, pues otro programa para Consuelo. Bueno, eh, Carlos eh, se ha incorporado, está también con nosotros Paco Martín. Gran Paco Martín, por favor. Por favor, el gran Paco Martín,、eh, el gran Rafa Cerro, que yo creo que los dos pueden ser perfectamente las voces、eh, del motor en esta mañana aquí en Capital Radio. ¿Cuántos días de gloria nos habéis dado en Antena 3? Y dejadme que salude,、eh, ya que está incorporado también Luis Ángel de la Viuda, por favor.、Eh, hablábamos de las personas que habían hecho posible que Antena 3 saliera al aire, pues una de ellas también es Luis Ángel de la Viuda. Luis Ángel, muy buenas. Muy buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Qué no, joven es que te me veo. m e e s t o y tomando una, una, una porra. Pero muy, po muy poquito. ¿eh? Muy poquito porque hay que mantener el, el tipo. Pues、eh, lo mantienes perfectamente. Lo、sí, man, man, man, man, mantengo perfectamente. Y、eh, no sé cuántos kilos de más, pero, pero perfectamente. Bueno, Luis Ángel, mientras terminas de comer, tengo que saludar a Pepe Planas. ¿Cómo estás, Pepe? Para Nieves,、eh, eximia y noble casta la de los colaboradores. Aquí estamos los colaboradores.、Eh, siempre llevando el Punto verde a, a Antena 3. El que, el que sea, porque somos la falsa moneda. Que te llama uno, colaboramos con ese. Que te llama otra, colaboramos con esa. Nosotros, el s e caso d es Alemania. Pero、ahí. en Antena 3, que hoy estamos recordando,、ah, recordando Antena 3, Pepe, tú nos hablabas、eh, con un entusiasmo de las plantas que casi no hacía falta ni la tele. Ya las veíamos. Y sigo, y sigo. Ahora mismo ahí abajo he visto un ligustrum texanum maravilloso. <risa> y, le, y le he dicho, guapetón. Guapetón. Hoy a mí se me siguen quemando las puntas, ¿eh? Bueno, pero eso、o、te es ha pasado eso de siempre. Agua, ya lo sé. Eso te ha pasado siempre y hacemos lo que podemos, chica. A ver, que José Luis Ávila quiere decir algo de Pepe.、Pero、yo, aprovechando que estaba aquí Pepe, me acuerdo cómo llegó Pepe a Antena 3 de Radio. Y Pepe llegó a Antena 3 de Radio porque Antonio Herrero, aparte del primero de la mañana, tenía un programa que se llamaba Usted Pregunta. ¿Os sí, acordáis? Señor, hombre, y en Usted Pregunta, cada día por la mañana se pedían llamadas de oyentes para que preguntaran sobre la materia de e s e d í a Y el experto que venía era el padre Mundina. Es verdad, es verdad. Por, perdón, que sigue dando la rata, que sigue dando. t á estupendo. a h o r a mismo le venía oyendo. ¿Sí? Estuve en t o r r e a r r i ó con él, que, él hace un par de semanas.、Estupendo. Bueno, pues el padre Mundina de repente me llama a la una, porque yo era el productor del programa con Antonio, y me dice que no puede venir. Con lo cual, Antonio, imaginaros, ¿no?、Eh, la movida. Nos imaginamos. Y yo llamo a mi mujer que trabajaba en un banco y le digo, Patricia, la que me ha caído encima. <risa> la la, la, la deliciosa Patricia. Patricia. Me, ha, me ha pasado lo siguiente. Se lo explico y me dice, pues aquí hay un señor muy s i m p un chico muy simpático que es el que hace el mantenimiento de las plantas del banco, que es muy divertido y que nos da <risa> consejos nos y tal. Y le dije, pues dile que se venga zumbando aquí, que a las tres va empezar a va empezar a trabajar en la radio. Y ese día fue el primer programa de P. Pepe Planas con usted pregunta sobre s las plantas. José, José, Luis, José Luis ha sido realmente quien sí, me ha i n f r m d u mentor, tu mentor. Efectivamente, yo lo he dicho siempre, José Luis,、eh, siempre lo he dicho.、Eh, pero verás, veréis todos que tenía buen ojo. Hombre, pues, no, no, lo lo que es que es. en cierto modo,、eh, Pepe es una planta. c u é n t a n e lo que nos pasó e con... s es que no sé si te has equivocado. <risa> con esa planta has, que... has dicho que, tiene... que Pepe es una planta. No,、eh, c u é n t a n e lo que nos pasó、ah, pero... esta semana. Ha sido con la plantita que tienes en la ventanita del WhatsApp. Pues yo tengo una plantita que es una clemátide. Suena duro, pero es una clemátide. Suena duro, suena. Duro. Y nada, resulta que es que la he puesto como、eh, ventanita del WhatsApp. Otros ponen a sus hijos, otros pero, ponen a su cara, o t r o Yo pongo mi clemátide. Pero mira, Ana Luisa, que está enamorada de las plantas, no sabes cómo te entiende con el asunto de la planta. Pero yo, yo vi llegar mensajes de alguien cuya que, que el rostro era una plantita y. <risa> y, y el, el teléfono me borra los nombres. No sé qué, hay números, pero no nombres, no sé quiénes son, ¿no? Y claro, enseguida, a l tercera o cuarto mensaje, sofiaste, plantita, cabrón, eres una、claro. chica, ¿no? Yo, no. Hoy. Digo, soy c h i c o vine arriba. ¡Soy c h i c o s o y Pepe! Ni siquiera. Te voy a decir t e que no me desilusionó.、Eh. Bueno, perdonadme, pero aquí están,、eh, en fin, tres personas que todavía no les hemos escuchado. o e s con e de la porra?、Eh, quería que Luis Ángel de la Viuda nos contara、eh, la emoción que sentiste cuando aquella radio,、eh, en la que todos éramos、eh, muy jóvenes,、eh, empezó a sonar y empezó a dar mucha guerra a Luis Ay, Ángel. l Este, aquí tengo yo una foto Ay, de la tertulia、Oye. que hacíamos con Miguel Ángel García Juez.、Oh. A A ver,、eh, Miguel Ángel. ¡Uh! ¡Madre mía! Pero fíjate, tú, fíjate, qué pena. Muchos,、oh. muchos no están. están?、Eh, Luis Carandel, sí, sí,、claro. está Manolo Martín Cerrán. Eh, y otros,、eh, está, Pumales, Miguel Ángel, está Miguel Ángel Nieto, está Carlos Pumares y está Miguel Ángel García j u e z a que hemos escuchado. Claro,、tiempo. claro,、sí, claro, claro. Hay voz de. Esta es de, la foto del, del, del, del equipo de, de Antena 3. Luis Ángel, tenemos s o n i d o de la tertulia. Antena 3. Ver, en tu radio、3. de acción. La tertulia con Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulias, todo buenas tardes. Buenas tardes. Estamos diciendo hola, hola. que hemos tomado dos gazpachos. ¿Dos gazpachos quién? e r a tan bueno. Usted es el señor Ortuño. ¿Un o cada uno? Hacen, o, dos, dos. ¿O dos? No, no, yo me he tomado dos. De la dos gazpachos. Acreditada ganadería de la taberna que le gusta. Ese、Cazacoda. es el señor Ortuño Nieves. Y marido, yo hacía aquellas tertulias、eh, cuando mi ángel no estaba, yo era el, el sustituto. Y hay un montón de momentos in inolvidables. Y don Luis Ángel recordará más que yo.、Eh, sí, había oye, uno que era. s i、si me, si、me llama don Luis Ángel, te pego una pata en el c u l o e la tertulia era me... esa la clave. Era, la clave era don Luis Ángel, allí nos llevábamos siempre de usted. Siempre usted, siempre usted. Bueno, que... cuando iba don Luis、eh, Carandel a Valencia, que nunca supimos finalmente a qué iba, yo creo que daba conferencias o algo lo que fuera, Miguel Ángel o don Miguel Ángel le preguntaba en antena: ¿qué ha ido usted a hacer allí? Y era un poco ya la hora del aperitivo, era cuando se emitía a la una y media. Y, y don Luis Carandel contestaba: He venido a cubrir a una señora. e s t o decían ante el pasado. Y cuando decía que, que, que, Ay, que, que era、mira. inmensamente rico, la gente se lo creía.、Sí. Y, y te lo decían por la calle. Sí,、eh, sí. No, el... no, no, yo, Luis.、El、Luis c a r a n d e l decía:、sí. Es que yo soy inmensamente rico. El... Porque explicaba una cosa curiosa de los catalanes: que los catalanes, antes de la guerra, en la, en la, en la, él pertenecía a la burguesía catalana, era, eran de los de la g i e g a Un señor importante era un señor de 40.000 d u r o s Uh -huh. Un señor que ganaba al año 40.000 euros, o sea que era una cantidad importante. Sí, sí. Y, él, y, él, y él decía: ¿y usted? Yo soy inmensamente rico, y la gente se lo creía cuando íbamos a hacer algunas c o s a Oiga, ¿y cómo usted, siendo tan rico, sigue, sigue con estos señores haciendo aquí, haciendo aquí el ridículo? Sí, Ay, qué、sí. Luis Carandel l y yo, ambos catalanes, decíamos que un catalán se caracteriza porque nunca se gasta mil pesetas. <risa> Luis Carandel, l curiosamente, era, cu era cuñado. De Juan g u i n t i s o l o Ajá, qué grandes te... crónicas、uh, hacía Luis Carandel. ¿eh? De, qué de, gran Celtiberia, Sean. El Congreso、eh, de, de los Diputados. Y el señor Ortuño, que eh, eh, una vez al año solo, contaba el chiste del perro el gorilero, el perro, gorilero、sí. y una vez al año i n v i t a b a a las ostras en la antena. Y le quedaba bien, sí, le, quedaba, sí, sí. Le, quedaba, le quedaba verosímil. Lo perro gorilero, en la, en la Ostras la en antena, sí. <ríe> bueno, dejadme que Paco nos comente esa pasión por el mundo del motor, que、eh, la verdad es que se le dio muchísima importancia en Antena 3 al mundo del motor. Hombre, yo creo por la experiencia y desde luego desde mis inicios ahí en, en la cadena, desde abril que, que inaugura.、Eh, yo en principio además estaba colaborando con Manolo Diarte en temas comerciales, pero un día nos llaman, claro, el ejercicio de radio termina en junio y el programa, un programa de motor, especial motor en marcha, el domingo, de 9 a 3 de la tarde, lo estrena en la parrilla un tal Paco Costas. Pero como en el programa, lo que, en vez de levantar a la gente, lo que hacía era dormirla más. Entonces, pues, en Ay, arco, veces, sí, sí, sí, con cariño, Con cariño porque es, a, es amigo, pero es verdad que los dormía. Y entonces, pues, un, nos llamaba llama Manolis de Arte y dice: Oye, vente que vamos al despacho、Paco、de ñ a r c í a Un poquito suave, suave. Y、eh, dice: Oye, vamos al despacho de García, que es una reunión, no sé qué tal. Bueno, pues vamos al despacho Manolis de Arte, estaba n el despacho de García, Antonio Herrero, Martín Ferrán, etc. é t e r a Simplemente para comunicaros que a partir de septiembre se hacía cargo del programa de especial motor en marcha Antonio Herrero. En septiembre.、Uh -huh. Bueno, pues vale. Lo único me descolocó un poquito al principio, dice: bueno, ojo, motor no, no, no, no. Será musical y, y algo. Y a mí eso al principio me descolocó, pero en, en definitiva llevaba razón. Porque no puedes estar seis horas hablando de motores, válvulas, r e v o l u c ca i o n e s carreras para acá, carreras para allá, etcétera, etcétera. Sí, carreras para acá, para allá, que me tocaba a mí el jarama, que no se me olvidará <risa>、ah, en verdad, la plena u entera vida es verdad, es verdad. el día que Antonio Herrero me dice, Consuelito, al jarama. Claro. ¿Y le digo, perdona? Al jarama retransmitir las carreras de motos. Digo, perdona, Antonio, pero es Perdona, yo iba a las de camiones. O sea <risa> Y le digo, pero si yo. El otro día lo recordaba con Ángel Nieto. Digo, vamos a ver, Antonio, que es que yo solo conozco a Ángel Nieto. Me da lo mismo. Me voy al jarama, digo, Dios mío, ¿y a qué hago? Porque era en directo. O sea, es que claro, decía, a ver, vamos al jarama a ver cómo van las carreras. Adelante con su. Y yo decía, Dios, solo conozco a Ángel Nieto. Y cuando pasa por la moto no lo reconozco porque va muy deprisa y no sé quién es con el casco. a ...la torre de control... Allí estaba Valentín Requena, que luego ha hecho mucho tiempo las motos en televisión española, y digo, mira, haga, tú a mi vera. Y cuando me digan que te, me van a dar paso, en 10 segundos me dices cómo va la carrera, porque yo la tengo que contar. Y entonces decían, preparada c o n s u e lo que t e d a m o s paso. i Valentín, Valentín, vale. mira, primero va Ángel Nieto, decían 5 segundos Ricardo Turmo, después de Ricardo Turmo. Y así entraba yo. Entonces entraba como una moto, hacía mi minutito que no sé ni cómo me salía. Pues te saldría genial, como t o d o los a e n t u e s El mundo sabe lo buena profesional que es Valentín, pero la mayoría de la gente no lo conoce muy de cerca y lo buena persona. Ha sacado、sí. adelante a delante un montón de viviolos y a todos nos ha ayudado a todos a en, mí, en Valentín, algún momento. De... Tuvimos nieves, otro, una pareja fascinante también de energía en la radio y un、eh, espectáculo formidable que fue el de Miguel Ángel Nieto y Mayra Gómez, que,、oh. que en programas que hacían esto. gente que concursa con mayra gómez kemp Pues nosotros aquí en Antena 3 Madrid seguimos jugando nuestros juegos nuestros concursos. Son muchos, variados, hay premios. Si usted quiere apuntarse a ellos, llámenos al 411-7011. Madrid 104.3. Y este juego le llamamos el FM. Si usted quiere jugar, 442-1590 es el teléfono a marcar ahora mismo, ahora mismo. 42-442-1590. 1590. Thank you. Pues son las 12 y 11 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Y ya que estamos hablando de Mayra Gómez Kemp, de Miguel Ángel Nieto, yo creo que entre todos esto de decir muy, buenas, muy buenos días o muy buenas tardes ya a Mayra Gómez Kemp es un auténtico placer. Doña Mayra, muy buenas. Hola, para mí son buenos días todavía. Bueno, pues buenos días a Mayra g ó m e z q u e m ¿Cuántos recuerdos si tú no podías estar、eh, mm. sin aparecer aquí en Las Ondas? ¿Qué significó para ti, Mayra Antena 3? Para mí fue unos años maravillosos donde un equipo de gente muy reducido hicimos algo que no era pensable hasta ese momento. Hicimos hablar a la FM. No ser solo música. Y competíamos como David con g o l i a t con ya los monstruos establecidos. Era un reto maravilloso, fascinante, agotador, pero yo me acuerdo solo de lo bueno. Los malos momentos he preferido olvidarlos. Que como en todo en la vida los hay, pero fueron muchos más los buenos y la buena gente con la que conocí, con la que trabajé, como tú, cariño, como tú. Mayra, ¿te acuerdas de aquello de opiniones veraces、eh, o no, informaciones veraces y opiniones independientes?、Eh, sí, sí. Realmente éramos una radio pionera, éramos、sí. conscientes de que estábamos haciendo algo que era Único en España y que estábamos hablando desde la libertad.、Eh... Sí, es sí. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Viva la Gente se hizo el primer、eh, consultorio sexológico. Hombre, es cierto,、pues、está diciendo mío, aquí cosas. No se hizo en、sí, ningún sí. medio de comunicación.、Sí. Y entre otras cosas, vamos,、eh, eh, se estaba escuchando lo de ir a las carreras sin saber de lo que iban. Y yo me acuerdo c u a n d o un día me vinieron a decir, oye, Mayra, que vas a hacer un programa especial sobre las Cortes de Cádiz, sobre la constitución de la PEPA. Y yo me quedo muerta. Digo, pero si yo n o fui al colegio aquí, yo estudié en Estados Unidos. Empecé a empollarme la constitución, las Cortes de Cádiz, 1812, todo, pero me salvó la vida don Manuel Jiménez de Parga. Claro, porque、y、él es maravilloso todo, todo, claro, y generoso.、Pues. Se sentó conmigo. al lado mío en el estudio, en aquel directo donde había un catedrático en Sevilla, otro en Cádiz, otro en... y él me iba pasando preguntas, decía, para fulano, para tal, en vez de hacerlas él, me dejaba que las hiciera yo. Entonces quiero desde aquí mandarle un recuerdo maravilloso a ese hombre que ya no está. Pero que yo le sigo queriendo. Di que sí, todos le seguimos queriendo y le debemos muchísimo. Te quiere saludar Luis Ángel de la Viuda, que está muy n c a n t a d t o ¡Luis Ángel! <ríe> a beso muy fuerte. A ver, no, que te digamos, no, no, la mandabas un beso, ¿no? Un beso muy fuerte. No, no para、eh, ti no, 300. Te, te quiero muchísimo. Tú también eras otro de esos seres maravillosos, tú y Santiago Amón. Esto, Mayra, has dicho una cosa que me gustaría re, re, vamos re, reafirmar. Que nos decían, pero ¿cómo vais a hacer radio con la FM si la FM、sí. es para la música? Así es, bueno, es verdad.、Bueno, es más, hay, yo tengo una declaración de Luis del Olmo que dijo que nunca haría radio en FM. Ya ves, <risa> ya ves. Bueno, todos sí, cambiamos,、exacto. todos cambiamos. No, ya, ya, ya no, si yo no lo digo, más que, no, pero era lo que, lo que suponía ir a explicarle <risa> a, un, a un anunciante que、sí. tú hacías radio en FM y que eso q u e iba a tener publicidad con la palabra. Porque, claro, es,、eh, La, la FM、es? era los 40 principales. Pues fíjate que ahora todo es en FM. Sí, increíble. Ojo, como ahora todo es en, en. Yo no leo los periódicos hace dos años en papel, l le o leo solo en el iPad. Sí, sí. Bueno, debo ser de las pocas、Qué、que、modelo. todavía utilizo ¿Eh? papel. e muy moderno, Luis Ángel. Hace dos años que no compro un periódico. Bueno, pues. En... Y ojo, y hoy he leído todos los periódicos a las s e i 6 de la mañana. Toma,、no. Luis Ángel, Mayra, Consuelo,、sí. eh, Pepe p l a n a s ¿eh? quiere también saludar a Mayra Gómez. ¿Qué? Mayra, yo soy el de las plantas, ¿te acuerdas? como no. <risa> Oye, Mayra, yo soy tu pequeño gran hombre. ¿Qué <risa> es eso? Explícalo, ¿qué es esto? Ella siempre me ha llamado、eh, que soy su pequeño gran hombre. Pero bueno, es. esto, esto eh, eh, no sé si tiene que, algo que ver con algo más personal. No, no tiene que ver, pero Mayra y yo hemos. Hemos llenado teatros, el de la vaguada reventaba. ¿Te acuerdas, Mayra? Me Niña bonita, qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Sí, la verdad que sí.、Pero、yo creo que 33 años después ya, por fin ya os tenéis que, sí, que confesar.、Sí. Dejado de rollo, n a d e mi pequeño e s t á s consuelo, Mayra. Estás consuelo. <risa> un beso muy grande, Mayra. Bueno, Mayra, está también Ana Luisa del Palacio, Carlos <risa> S.H., Paco, no, están Rafa Cerro también. Pero Ana Luisa, ¿te quiere decir algo? Muy buenas, Mayra. Qué gusto irte, de verdad. Qué maravilla. Qué maravilla. Muchas a a a r v i l l m gracias, cariño. Muchas gracias. Además de ser una gran <risa> profesional, escúchame, además de ser una gran Profesional con tus cosas y tus enfermedades, nos has demostrado que además eres una increíble persona capaz de vencer cualquier obstáculo, capaz de reinventarte las veces que haga falta, y eso para todos eres un ejemplazo. Sí, señor, muy bien、ah, dicho, Ana Luis. Un toque de distinción sí, sí, está, Ana Luis, a ¿eh? Sí, no, no, <risa> pero te lo d i g d a d Mayra, que para todos eres un referente. la v e r d a d e h Por favor, por favor, que me estáis haciendo llorar. Pues l l o r a lloras、sí. Hoy es el día, hoy es el día. o í t e lo permitimos. Pero es cierto que no solo para nosotros en Antena 3, sino también para mucha gente, como decía Ana Luisa, que ve la energía que tienes y la ilusión. Que eso era también la filosofía de Antena 3. Sí, sí lo era. Ahí v i v í a m o s un grupo de gente y mucha gente más joven que yo, que le pusieron unas ganas cobrando. p o q u i Trabajando o t muchísimo, y como decía antes, el reto de hacer hablar a la FM. Sabes que yo me acordaba de eso cuando estaba aprendiendo a hablar otra vez con mi l o g o p e d a y lo demás, ¿Ah, sí? y me decía, oye. Si hablas en la FM, puedes hablar tú otra vez. ¡Ay, qué gracioso! ¡Madre mía! <risa> Esto es bonito, ¿eh? O sea, si, hacías hablar la, si hablabas en la FM, ¿cómo no vas a poder hablar? Y fíjate, ahí está Mayra. Ahí está Mayra.、Gracias. Bueno, Carlos SH、eh, es uno de los más intrépidos que han pasado por、eh, Antena 3. Y yo sé que Carlos、eh, también quiere saludar. Yo no sé si en ese momento estabas tú en Toledo o d o n d e estabas en, en Alcalá. De, en Alcalá, de, en Alcalá de. De eh, y no sé si conectabas con Mayra. En alguna este... ocasión con, sí,、claro. con, conectamos y, sí, y tengo un gratísimo recuerdo de anécdotas con Mayra. Pero yo quiero transmitirte también mi abrazo cordial. Y, y, y yo creo que es el sentimiento de todo el equipo que formamos, que fundamos、eh, aquel equipo maravilloso de antes. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Yo recuerdo que el primer día. Que empezamos a, a, a m e t e r a las nueve de la mañana en viva o la gente. Había un señor con un martillo clavando clavos.、Sí, sí, y entonces le s p e r a b a publicidad. Sí, no, no, no. Que, quedamos e n directo y el, el tío se quedaba con el martillo arriba, ¿no? Esperaba y cuando entraba un disco o la publicidad, el tío seguía. <risa> <risa> <risa> ¡Ay, por favor, Mayra! Bueno, pues que、así? sepas que Carlos S.H. es de los primeros que con una grúa、eh, pues、pudo dar una información que a n t e n a 3 se le negaba.、No. Y apare, apareció.、Eh, Carlos retransmitiendo desde una grúa, ¿cómo sí, es sí, eso? Sí, sí, sí, pasaban cosas, unas anécdotas tremendas. Igual que lo del clavo de Mayra, ¿no? Sí, sí, sí, a mí lo de la grúa, la verdad es que esa anécdota recuerdas, Nieves, que se la contamos personalmente a Martín Ferrán en la comida que le dimos hace, hace relativamente poco,、sí. como despedida a Manuel Martín Ferrán, y contá, conté yo la anécdota de cuando era director de Alcalá de Henares. donde nos vetaron,、eh, concretamente a los reactores deportivos de Antena 3, porque nos habíamos metido con el presidente del Alcalá. Y entonces no le, no, le había, no le había gustado, y entonces、eh, nos declararon persona no grata y no entramos. Claro, yo imagínate el temblor que me entró porque tenía vendida toda la temporada. Y para los directores de emisora, s claro, imagínate lo que era el, el que te cayera el presupuesto de un día para otro. Y en un momento, no sé si Luis Ángel estará de acuerdo, de más fragilidad democrática. ¿no? No sí, era, claro, ahora, que no es que pase ahora. Claro, claro,、eh, claro. Y entonces、eh, se me ocurrió la, la idea absurda de llamar. A, a, a, al, al antiguo padre de los Correa de, de las Grúas Correa que estaba en Alcalá, y、eh, le pedí, me dice Carlos, ¿qué quieres ahora? Que te tengo un miedo horroroso. Y me dice, y me dice. Tienes la polea esta de 50, de la 50 que sube a 50-100 metros, la grande, la que estuvo en el Windsor y tal.、Sí. Bueno, pues esa, esa gigante me la vas a colocar detrás del, del estadio de fútbol de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, por la noche. Entonces se fueron unos reactores a, a poner unas vallas y entonces a, a, a, se puso allí la. Entonces... El caso es que nos subimos, preparamos una cabina <risa> y la u n i d a <risa> d móvil, y entonces, cuando empezó a, a, el partido, arrancó. Imagínate los espectadores. <risa> Que vieron aparecer una cabina a 50 metros, todos los jugadores que habían arrancado se miraron, se paró el juego Ay, y, s o l g a d o del cielo, a p a r e c i e n los reactores en directo, antena 3. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno,、eh, excuso decirte que,、eh, que eso acabó, acabó que por se se se ser s a l i ó José María García. Bueno, se lió la diosa de、pues, eh... las grúas, Correa. Pues te fijaros, te tiene, te tiene、eh, claro, y está aquí Consuelo Berlanga. Que también te quiere decir algo, Mayra. Adelante. Bueno, yo, como nos vemos con cierta frecuencia, yo solamente una cosita. Te quiero. Y yo a t i、oh. con s h o r i t o Y yo a t i、oh. Bueno, pues Mayra, seguimos aquí en Capital Radio rememorando los 33 de Antena 3. Y sí que quería que nos dejaras con,、eh, sobre todo, algo que nos quede para esta historia, para los próximos 33 que celebremos y que estemos todos. Cuéntame, a ver, ¿qué, ¿qué quieres.? Dejar dicho y que quede clara a nuestra audiencia de lo que fue aquella experiencia radiofónica y, sobre todo, de comunicación. Vamos a ver, nos tocó vivir el mejor de los tiempos en el mejor de los momentos. España salía del túnel de una dictadura, acabábamos de, sobre, de sobrepasar el intento de golpe de Estado, empezaba la movida madrileña, empezaba el ansia. De la libertad, del de futuro que teníamos por delante, y a mí me tocó compartirlo con un montón de gente joven con ganas de comerse el mundo y de hacer las cosas bien, guiados por gente con mucha experiencia que habían luchado mucho por llegar a ese momento. Fue el mejor de los tiempos, en el mejor de los momentos. Y la mayor ilusión c o n la que he trabajado en mi vida. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pues, Mayra, nos has emocionado. Necesitamos, aparte de este aplauso, unos minutos para recomponernos. Un beso enorme. Hasta siempre, Mayra. Gracias por hacerlo también en la tele y en la radio. Un beso para Un beso. todos, te lo quiero mucho. Y en la vida. Hay a capacidad de análisis, señor, es lo más sólido que se ha hecho aquí desde el principio, ¿no? Lo hicimos hablar a la FM. Es que entonces la gente hablaba solo en la onda media. Pues después de esto vamos a otro análisis. Es que quedan muchas caras por pasar, muchas anécdotas también por contarles, pero ahora dos minutos para respirar, de verdad. Hay mucha emoción en esta mañana. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha.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 En estos momentos, un numeroso equipo de profesionales compuesto por dos personas trabaja afanosamente. ¿Tú hay que trabajar si ¿sí? nos hace tarde o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, va a tomar la penúltima. a p a g a r á s tú? Yo p a g o ¿Qué pasa? El resultado será Goma Espuma, un programa que conecta en directo con las noticias de más rabiosa actualidad. ¡Atención, Goma <risa> Espuma! a a t e el informe! ¡Se u i a borricar informando Llevamos seis meses recabando información, pasando mucho miedo, siguiendo pistas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿cómo ve que hay que hacer?、Uh, Para que me haya pasado. o a q u í Goma Espuma, un programa que se emite en Antena 3 los sábados a las 2 de la madrugada con testimonios escalofriantes. Tenemos hoy en el estudio a un personaje importante, el señor Comino. Señor Comino, ¿cómo ve usted la sociedad actual? ¿Seo ñ r Comino? ¿Seo ñ r Comino? ¿Seo ñ r Comino? Comino? ¡Malvar! ¡Este tío está muerto! Goma Espuma, un espacio de radio con el menor despliegue de medios del mundo. Goma Espuma, un buen producto hecho por mayores que no quiere olvidar a los niños. Y le voy a pedir a, el, a los r e y g i Magos un martillo de madera para darle golpes en la cabeza a mi hermano pequeño. Y un cazabombardero y un misil. Y un viverón, lanzamisiles y una bomba. Goma Espuma, un invento lleno de emociones. Terror. Acción. Buena música.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 Además de las cestas de regalo de Envasi, de su Catering y de sus salones de té, también podemos comer en sus restaurantes con una amplia variedad de platos. Todo al gusto del consumidor. Y para aquellas reuniones de empresa o celebraciones familiares, pregunta por sus salones privados. Visita su página web www.envasi.es y encuentra tu restaurante más cercano. Envasi, desde 1931, tu pastelería delicatessen. 33. 33. もっともっとしっかり。 Escuchando a Michael Jackson, son las 12 y 26, una hora menos en Canarias, y seguimos rememorando esa radio que cumple 33 años. Antena 3 en Capital Radio hoy, homenaje que se está realizando por una idea que tuvo el capitán de esta nave, que es Luis Vicente Muñoz. Estamos hablando de qué pasó en aquella Antena 3, y desde luego Luis Vicente, la música, Fue algo vital, trascendental. Es que se la mimó, se la cuidó. ¿Qué vamos a decir teniendo aquí a, Luis, a precisamente Luis Vicente, a Luis Ángel de la Viuda con esa, acordaros, sí, sí. Eh, eh, Radio, 80 Radio 80, y, 80. y luego, serie Oro? Luego tendremos que contar algo de la historia de Radio 80 y cómo formó parte de Antena 3 de Radio con nuestro querido Luis Ángel de la Viuda, al que. Y Radio Lé.、No, y Radio Lé también. Radio Lé, que estaba en un armario, la pobre. Pero yo quiero insistir en una cosa.、Yo. Lo que supuso Antena 3 es demostrar que se podía hacer radio de palabra desde la FM, que eso era una especie de sacrilegio. Es que eso, es decir, no, no, la eso gente no, se, no es un tema menor.、No、¿Se acuerdan, verdad?、Sí. Porque, por、eh, ejemplo, había un problema siempre: es que cuando se vendía la publicidad, si,、no、la, si el que.、Si Prescribía la publicidad, no, no la oía, no, te, no se quería anunciar. Entonces había que había que demostrárselo. Y eso era, eso era muy, muy difícil. Fue un trabajo muy, muy ingrato, pero ojo, con una gran satisfacción. Y además hay, hay, que, hay que ver una cosa: que es que la, la FM, ya en Alemania, en Alemania no, no había onda media. En Alemania no había onda media porque los, los aliados. Le dejaron sin onda media a los alemanes cuando e m p e n d i e r o n la guerra. Ahora ya están desapareciendo hasta las FMs en Noruega. Fíjate, claro, en los angelos. No, lo no, bueno, si es que la,、si、es que la radio el, desaparecerá. Yo, yo la radio no, no la oigo. ¿Le has dicho? No la oigo en el. l has dicho? No, Por la, favor. no, no, perdón. La, la FM. radio desaparecerá como, como, buscando frecuencias. Yo la, oigo,、ah. yo la oigo en el iPad. Ah, vale. Yo lo hago todo、vale. en el iPad. Vale, sigue. Sí, señor, muy bien, un chaval digital, es Luis Ángel de la Viuda,、sí, enseñando a la gente ¿Sí? cómo se oye ahora la radio. Claro, si es que la radio no sé, se... es cuando dicen, le anda una frecuencia. Y yo digo, pues van a hacer bien el ridículo dentro de 15 o 20 años. Ahí,、pues、me, me dice, me sopla nieves que tenemos a, a alguien、sí. que lleva la música en, en el ADN. Hombre, y ese hombre es José Ramón Pardo, al que hay que decir a José Ramón, bienvenido a tu casa, Antena 3, desde Capital Radio, un Un beso muy grande, José Ramón. Hola, muy buenos días. Qué, qué pena no estar en este momento ahí. ahí no, sí,、no、trabajo sí. trabajo en otro sitio y no puedo estar. Además me he enterado tarde.、Soy、nada, tarde. nada, <ríe> nada. Y no puedes duplicarte. O sea que tranquilo,、no、pero sí que queríamos que nos contaras qué importancia tuvo la música que salió por Antena 3. Esos estrenos, esa música que tú nos contabas,、eh, que, que nos hacías vivir y transmitir. Aquella fonoteca que fue creciendo de menos a más, hasta hacerse Muy importante. Cuéntanos. Bueno, para empezar, e s t á s haciendo un programa que se basa en un espacio musical de Antena 3.、Uh -huh. Era la lista de los 33 favoritos de Antena 3, que yo creo que la empezó Paco de la Fuente, la siguió Emiliano a Live y la terminé yo. Bueno, yo no la terminé, yo la seguí, pero me la terminaron. Ya, ya. Y, y, y a mí lo que más, lo que yo lo, lo estoy escuchando. Y siento la misma emoción que los demás, es decir, estar recordando a un montón de amigos. Por ejemplo, e s t a b a hace un momento Mayra. ¿Sí? Yo empecé haciendo un programa con Mayra y Miguel Ángel Nieto, un mini programa musical en su espacio matutino. Pero luego un día el gran genio, don Manuel Martín f e r r a n me h i z o una cosa rarísima. Me dijo: Quiero que hagas un programa musical, pero que hable mucho. Lo que, lo que se le puede decir a alguien, y sí, se puede decir a alguien en la radio es que hable mucho, porque tendemos a hablar mucho. Pues, y dije: ¿Y ¿Por qué? Dice, pues porque en Madrid sonamos muy bien, pero en el resto de las emisoras lo mandamos por teléfono. No por l í n e a m i c r o f ó n i c a por teléfono. La, vaya, música vaya. Mal, la música suena mal. Entonces, por lo menos la mitad del programa tienes que b a j a r t e l o hablando. d e s p u é s cuando p u s e en marcha aquello de todos los gatos son pardos,、uh -huh. de un viva el sábado, canciones que hablen de ropa, canciones que hablen de plantas. Para poder charlar con la gente y así tener tres minutos de música y cinco de conversación. Que eso fue、eh, la grandeza de Antena 3: es el diálogo constante con los oyentes, que luego se ha imitado en todas las radios. Pero ese diálogo, ese, ese dar voz a los que no tenían voz, yo creo que ese fue el gran éxito también de Antena 3,、sí. ¿no crees? Llevamos ahí también a Pumares. Lo que pasa es que Pumares, en lugar de hablar con ellos, les chillaba. <risa> les regañaba. Son <risa> <les regañaba. risa> <risa> sus c r i t e r i o Me explico porque, mira, José Ramos,、si、y yo,、eh, si, la gente que me oye se está medio durmiendo y de cuando en cuando pego gritos, entonces se despiertan y siguen escuchándome.、Ah, por, ahí, y, por eso empezó entonces. Y,、eh, y está bien pensado,、sí. Está bien pensado. Mira, Ana Luisa también hizo música en Antena 3. Desde el primer sábado, desde el primer sábado me dijo Martín Ferrán. Hermosa. <risa> Mañana toda la tarde haces un guateque. Digo,、ah, vale. Dice, sí, y, pasado, sí, y, dice, y pasado domingo una discoteca. Digo, vamos a ver. Te lo tomaste literalmente, ¿no? <risa> ¿De dónde saco yo los discos? Que teníamos cuatro cosas todavía. Pero sí, fue, fue, un, tiempo, fue un tiempo precioso. Yo también, por supuestísimo, además de poner discos, pues、eh, empezaron a llamar los oyentes. ¿Y usted qué recuerda? ¿Y usted qué.? ¿Qué, qué, ¿Cómo vivía aquellos guateques? Porque la verdad es que yo, guateques, los había pillado un poco ya de refilón. Ya, sí, sí, te pillaban tanto. Pero, ¿no? pero da igual, entonces. Pues, pero、eso. la discoteca ya era tu especialidad, no quería. <risa> no, pero lo de la discoteca, <risa> sin embargo, no cuajó. Y lo del guateque fueron, pues yo qué sé, pues yo creo que toda la vida de, de Antena 3 estuvo el guateque en Antena. De hecho, llegamos a ser el, el número uno en audiencia los sábados por la tarde. Y, y bueno, y a la gente le, le, le volvía loco lo de recordar sus, sus años mozos y, sigue, y sus experiencias. Cualquier cosa que hagas con la palabra Guateque y la música de Guateque funciona. Es verdad, es verdad, sí, sí. Y entonces, lo que pasa es que bueno. Hacíamos un poco amplio el, el espectro de, de, de música, ¿no? Fundamentalmente tenía que haber sido solo de los años 60, principios、sí. de los 70 y tal. Pero bueno, había veces que la gente nos pedía boleros. Bueno, pues boleros. Pues alguna copla. Bueno, pues alguna copla. Bueno, pues algo de discoteca. Bueno, pues algo de discoteca, ¿no? Ojo, de、bueno, y, y, y, y, y, y dejadme recordar a, a Jesús h Ermida,、oh. eh, que aparte de no le hemos mencionado todavía en informativos, él hizo La Noche en a n t e A 3, pero también hizo algo con Luis Ángel de la Viuda, que fue esa lista donde salían una y otra vez、eh, Bueno, las mejores canciones. No, eso, eso lo hizo fundamentalmente Manolo Martín Ferrán.、Mm. La idea de, de Radio 80, s e r i e Oro, es una idea de Manolo muy, muy, muy clara, como todas las ideas de Radiofónica. p Era uno dice... de los ejecutores, ¿no? Sí, pero、hernidas. lo que hay que decir es que Manolo más Martín Ferrán es la persona que, hecho, que sabía más de radio en este país. Durante todo el siglo XX. Eso es verdad, eso es verdad. O sea,、eh, ojo, lo aprendió de, de, de grandes maestros que lo reconocían. Entonces dijo dos cosas. Cuando hizo、eh, en Radio 80, s e r Oro, era la, mus, la, la, clas, la música clásica de la música moderna.、Sí. Que era desde el famoso del, del reloj. Uh -huh. A los Beatles a, a, no, a, y entonces se renovaba. Y cuando hizo Radio, radio Ley era c o m p r a hasta que amargue.、Sí, es Por eso, cuando、eh, Radio Ley pasó, pasó a otras manos, y, y hicieron,、eh, hicieron música española. Y decía Manolo: ¿pero qué tiene que ver eh, eh, eh, Mecano? Con ojos verdes. Os manda los... un gran abrazo a todos. Carmen Martínez Castro es la actual secretaria de Estado de Comunicación, que efectivamente también formó parte es de verdad, este equipo. Es verdad. Y Jesús Hermida, el maestro, fue un gran seleccionador musical. Precisamente eligió muchos de los temas de Radio 80、sí, Serio Oro. Es verdad. Todo está conectado. Dan Jesús Hermida, un abrazo. El talento es profundamente injusto porque no se puede heredar. Lo cierto es que destreza y talento son evidentemente necesarios para llevar a cabo cualquier trabajo bien hecho. Sin embargo, solamente con destreza no basta. Y el talento es privilegio de unos pocos, y además, ya lo he dicho, ni se transmite ni se hereda. De ahí la importancia de que a la hora de elaborar algo detalladamente, con garantía de calidad y con categoría superior, sea necesario que a la destreza y al talento se unen la experiencia y también el arte. La Hora H, se、la、llamaba h. el programa que tenía los sábados por la mañana. Jesús h Ermida. Jesús h Ermida, La Hora H. Y, y, a, y a mí me tocó hacer con él en ese programa una de las cosas más raras que se han hecho también en la radio. Y por supuesto tenía que ser en Antena 3. Yo estaba allí como de.、Eh, yo, a ver, era como el narrador del programa. Eh, entonces era una voz que salía por ahí de vez en cuando, independientemente de lo que él estuviera haciendo y diciendo, y entonces yo describía. Era como los ojos de ese programa. Yo decía, pues hoy el señor Hermida viene con una camisa azul, una chaqueta gris.、Eh, se ha sentado con los pies encima de la mesa, porque hacía cosas muy raras. Y, <risa> y ahora entra en el estudio, pues cualquiera de sus invitados o cualquiera. O sea, y eso fue una idea de él, o sea, no era cosa mía, ¿no? A mí me, me utilizó para poner eso en marcha. Jesús tenía cosas muy buenas, muy buenas, muy, muy originales,、eh, que. De alguna u otra manera, pues llevábamos a la práctica, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que. que, que han marcado, ¿no? Que, sí, que no, más. nos han marcado a sí, muchos, sí, sí, sí, sí. ¿no? s u e l forma que... de trabajar era muy rara. Había que tener mucha. no sé si paciencia o. ¿O qué? Pero. Había pero que quitarse había...、Sí. todo、eh, tipo de, de tabúes sí, sí, sí, y sí. de repente decir voy a hacer algo nuevo、sí. y me voy a dejar guiar. Sí, sí, bueno, sí. quiero que s e p á i s y se lo digo a Luis Vicente, que le hubiera encantado estar aquí a Jesús Hermida. Jesús está en estos momentos、eh, de viaje y、mm, tenía programado este viaje hace muchísimo tiempo, pero、eh, hubiera disfrutado tanto. Es más, es posible que nos esté escuchando en carretera. Así que vamos a decirle que le queremos.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 ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien aquí, escuchando? Aquí. ¿Hay alguien? Yo soy yo, ¿os referís a mí?、Eh, ¿Quién eres tú? Soy Juan Luis Cano. ¿El auténtico? <risa> alguno más habrá, pero vamos. <risa> sí, sí, sí. Juan Luis Cano, en la mitad de Goma Espuma. 70%, bueno. 70%, 70%. 70%. Guillermo va a entrar un poquito más tarde, porque ya sabes que la hora americana、eh, está un poco desacompasada con este programa, pero va a estar también、sí. aquí. O sea, que a ver qué dices, porque lo puede usar en tu contra. Bueno, es igual, porque lo decimos constantemente. Depende de quién sea el que salude antes, dice que ese es el 70%. O sea, que no hay ningún problema. Oye, Juan Luis, un beso enorme.、Eh, hay que contar. Esa anécdota que entre nosotros, cuando nos vemos, siempre nos reímos. Pero esa, ese día que tuviste que transmitir la llegada de la reina Sofía,、eh, y que. b e n o parece q e fue Guillermo, fue Guillermo. Bueno, pues cuenta, cuéntalo, por favor, porque Guillermo lo va a negar siempre, pero、eh, parecía que le iba a costar el puesto y luego no pasó nada. Ah, bueno, claro, no, no, como que no, no, la anécdota es que, vamos a ver, estaba,、eh, él, él iba a, porque nosotros además de g ó m á s Puma hacíamos la unidad móvil del de, programa de Antonio Herrero de Local,、eh, y entonces、eh, yo iba en, un, en una unidad móvil con Consuelo Berlanga, Sí. y Guillermo iba en otra unidad móvil, pues no sé si contigo, ¿no? Con alguien había ido a, a cubrir la inauguración de la nueva、eh, sede de la. ¿Sí? La nueva sede de la Asociación de la Prensa. Seguramente. Pues a lo mejor iba contigo, no me acuerdo con quién. Bueno,、uh -huh. el caso es que. Que cuando entró, lo, iba a inaugurarlo la reina, entonces la reina Sofía. Entonces, cuando entró la reina Sofía, Guillermo hizo un juego de palabras, no me acuerdo con, intentando así hacer una broma, ser original, y por lo que se ve, la cagó un poquillo. No, <risa> <risa> no, no, sé, no sé qué hizo, se hizo un lío y tal. y... y sí, le dijeron,、bueno. le preguntaron, ¿eh, ¿ves ya a la reina? Ha llegado, y en, entonces creo que fue algo así, dijo, sí, veo que entra alguien con una peluca y puede ser la reina, y a q u e Yo, así, favor, un técnico que creo que le hizo la señal como diciendo que sí, le contaba. a n el c u e l lo Luis Balduco. <risas> está por aquí, está, sí, por, bueno, aquí. está por aquí. Sí, está nos Hola, contar、pues、lo contará exactamente. Venga y lo c o r r <risas> o b r Un abrazo para Luis, con el que después,、eh, ya no en Antena 3, que también sino después, también hemos vivido momentos muy, muy, muy, muy muy potentes de radio cuando estábamos en, en M80 haciendo v i a j e por ahí. Sí, le mando un abrazo muy fuerte a Luis. Juan Luis, ¿qué nos u e d e Lo bueno de aquella historia es que Guillermo.、Eh, La cagó un poquillo con el comentario y tal. Y cuando yo llegué a. Es lo, lo que tiene ser, ser pareja de hecho laboral. Que cuando yo llegué a la radio me habían echado a mí también. <risa> <risa> y entonces, Ay, claro,、pena. llego allí llego a la l í la emisora y tal. Y me habían dejado, me había dejado Guillermo una nota en, en mi casillero. ¿Os acordáis que teníamos、sí. cada uno un casillero allí、sí. en la redacción? Y cojo el c a s y todos íbamos mirando a ver qué habían dejado, ¿no? Y entonces veo una nota de Guillermo y dice: Reunión en el PIPS, reunión en la cumbre. Pérdida, inminente pérdida de empleo. Y digo, bueno, esto, ¿esto qué coño es? Y entonces bajo y digo, tío, me dice, tío, nos digo, que nos han echado. ¿Cómo digo, pero que nos han echado, tío? Que yo no he dicho ni tío, joder. Pues nada, nos echaron a d los... o Pero bueno, fue, fue una expulsión de esas momentáneas que. De horas, de horas, d s e horas, de horas solamente, sí. Nada más.、Eh, Juan Luis Cano, lo que no sabe todo el mundo de, de vosotros dos es que antes erais serios, ¿no? Que erais periodistas normales. No, b u e n o nosotros siempre hemos sido serios. Entonces, el humor es lo más serio que hay. ¿eh? Verdad, lo, ¿no? que es que, sí, sí, lo que pasa es que nosotros compatibilizábamos el, el programa de Gomas Puma con labores de redacción.、Pues、entonces estábamos trabajando en redacción y luego los sábados por la noche hacíamos el programa. ¿no? Eh, hasta que ya llegó un momento en que Manolo Martín Ferrán nos llamó a su despacho y nos propuso hacer el programa diario. El programa de Gomas Puma diario. Y entonces, ya pues dejamos las labores de redacción y, y nos dedicamos a la e x c l u s i a que apostamos por Tomás Puma. n o、eh. Y la verdad es que no nos arrepentimos, porque al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho ha sido siempre periodismo, del mismo modo que lo hacen todos los compañeros. Lo que pasa es que siempre hemos utilizado el humor como vehículo para contar lo que cuenta el resto del mundo, porque las noticias son las que son, tú no te las puedes inventar. Lo que pasa es que las puedes contar de una manera, o las puedes contar de otra. Nosotros hemos utilizado el humor siempre como un vehículo y la verdad es que no lo hemos pasado muy bien. y creo que la Gente que nos ha escuchado también. También, hombre, ya habéis marcado a distintas generaciones, pero yo lo que te quería decir es lo m a l Yo he vuelto a la radio, que lo sepáis. Lo sé, lo sé y enhorabuena. De 80, Lo sé y enhorabuena. Pero lo que sí te quería decir es que, no sé si te han pitado los oídos, pero a lo largo de toda esta maratón que ha creado Luis Vicente Muñoz en Capital Radio, resulta que ha salido vuestro nombre constantemente y quejándonos los que éramos periodistas. Eh, y, y en fin,、eh, empezábamos en aquel momento. ¿Cómo nos quemabais los boletines informativos、sí. con un mechero? ¿Cómo nos tratabais de mal? ¿Cómo nos lo h a c í a i s pasar difícil? Bueno, es, es que era la prueba de fuego para los nuevos. Y tal v、bueno, para los nuevos.、Fuego? Los viejos, los, los antiguos ya pasaban de o t o programa, wea. Pero era, era un poco como la, como la prueba de fuego, ¿no? Entonces el que pasaba una noche. Un, eh, los boletines en goma espuma era ya como dicen, i ah, o、bueno, ya ha pasado el, el, el, el cabo de horno, ¿no? O, o el que sea este、sí. que p a s a los piratas, porque hacíamos verdaderas perrerías. Una de ellas era quemar. Mar, como sí, os acordáis、sí. de, de los papeles. Del papel de, cebolla, ¿eh? que era un papel era, cebolla. Eran, eran varias copias, claro. Entonces,、uh -huh. eh, eh, ardía mucho, muy, re, muy deprisa. Muy rápido, sí. Pero <risa> todos. No, no, claro, yo, claro. yo me acuerdo que empecé un boletín hablando del Partido Socialista y acabé inventándome la noticia. Porque claro, es que pero, no era capaz de saber qué ponía、claro. ahí. Y en pero, fin, pero mira, la, la, o sea, lo, lo peor que hicimos en un boletín. Fue a Claro García, os acordáis de Claro, claro, sí. maravilloso, maravilloso. Sí, no titubeaba, y no titubeaba. <risa> bueno, pues claro, cuando nosotros hacíamos la s t o m a s los sábados por la noche, iba muchísima gente a vernos. Se llenaba el estudio, se llenaba el pasillo, se llenaba el control. Era impresionante. Gente, gente por el suelo. Gente, gente、sí. por el suelo, era tremendo. Y un día, claro, dando un boletín, q además era muy c r i o s o porque、eh, me tocaba a u a r d a r Juan Luis, Juan Luis, Ay, espera、mire. que se, se te oye mal. El teléfono, a ver, sal de la. Haz algo, sal de la h ahora, ahora, ahora, persona. Persona. Ay, ahora, ahora,、sí, ahora, ahora, sí. Vale, bueno, que esa noche me tocaba m i guardia, entonces estaba yo de guardián informativo, pero al mismo tiempo estaba haciendo pumas. Ay, madre mía. ¿Eh? Ay, madre mía. Juan, Juan Luis, tú、eh, hacías lo que hace Martín de b u j a r t e Bueno, no no, no, no, no. Sí, sí, sí. Eh, eh, no por el、eh, yo... empleo. Tú hacías el empleo. Eres, un, ya, pre pero yo eres era... un precursor. No, pero yo, yo era mucho más honesto. Yo era mucho más honesto. Porque para que no se nos notara. Hola, por cierto, aprovecho y te saludo, Luis Ángel. Un abrazo.、Eh, lo, que, lo que yo hacía era, para que no se confundiera, para que no fuera un batiburrillo, era que durante las dos horas de programa solamente daba el boletín. El locutor, que era Claro García.、Yeah. Entonces yo no daba el, el boletín durante ese, ese, esas horas y la, lo dio solo claro. Bueno, pues le dejamos en pelotas. Pero cuando te digo en pelotas es en <risa> pelotas. ¿Sería le desnudamos. No, no, no, no, no, no. no, no, no en pelotas. sin calzoncillo también Bueno Perú, Y no titubeó. <risa> Qué Ahora, claro, en, cual, en cuanto acabó el boletín, tuvimos una bronca presidente, pero el tío no titubeó, es que no se le notó ni nada. i ¿no? n ¿Os perdonó sí, o o s l l e g o a perdonar de eso? Sí, somos muy amigos, somos muy amigos.、Sí. Seguimos siendo muy amigos porque lo, lo bonito de Antena 3 y de aquella m i s o r a fue que no solamente éramos compañeros d e trabajo, es que. Eh, bueno, de hecho, toda mi vida, todos mis, mis grandes amigos siguen siendo gente que yo conocí allí, ¿no? Y, y mi vida、eh, sigue girando en torno a, a mucha gente la, que conocí en, en Antena 3. Qué、no、grandes de momentos、todo? de la radio nos habéis dado, Guillermo Feser y tú, Juan Luis Calo. Bueno, bueno. La e e n a 3 de Radio Sociedad Anónima presenta. Cándida. La primera radionovela por entregas de la frecuencia modulada española. Una obra original de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, escrita, dirigida e interpretada para la radio en 427 capítulos por Goma Espuma. Candida Benito con el teléfono, ¿quiere decir a alguien? Ya vos s t á i e n Sí, dígame. Oiga. Sí, dígame, buenas noches. Y la candidata, h a el favor de que se ponga la señora, por favor. No se puede poner en este momento, ¿eh? No está en casa. Hágame el favor de decirle que se ponga. No, lo siento, pero no está en casa, ¿eh? No se puede poner. e n casa, cierta. Sí, la s e ñ o r no t á l e y e n o n a Está leyendo y Benito. Nadie, nadie, señora, nadie. Benito se l l a m así. Oiga. Benito, ¿quién irá? Nadie,、no, señora, nadie. Ya le he dicho que era una equivocación. Usted no se preocupe. Quédese en la camita que yo le traigo ahora a su bolsita de agua. Escucharon ustedes un nuevo capítulo de Cándida. Un melodrama radiofónico protagonizado por Goma Espuma. No dejen de escuchar el siguiente capítulo de este apasionante serial. ¡Goma Espuma! ¿Quién era Cándida, Juan Luis Cano? Bueno, Cándida, la auténtica Cándida, era la señora que limpiaba la oficina nuestra, que, porque Guillermo y yo abrimos una oficina y nos hacía muchas gracias a su manera de hablar y, y cómo contaba las cosas. Y Entonces Guillermo la invitaba, invitaba a su voz. Y a raíz de eso,、eh, nos inventamos una radionovela, dándole como habéis visto el tono de las radionovelas antiguas y tal. Y posiblemente haya sido la radionovera más larga de la historia de la radio, ¿eh? porque empezamos a hacerla en el año 82 y acabamos hace siete años o hace seis años en un racero. Además,、eh, Juan Luis o Ana Luisa. Ya ha improvisado todo, ¿eh? todo improvisado. Hola, Ana Luisa. <risa> pero también habéis escrito un libro sobre Cándida, ¿no? Sí. Yo, bueno, claro, lo escribió yo... Guillermo. Bueno, yo Guillermo... lo he leído. Sí, Guillermo escribió la, la historia, pero esa es la verdadera historia, e s a es la biografía de Cándida, de la auténtica Cándida, la que luego. Cuando hacíamos el programa en M80 por las mañanas, eh, eh, pasó a ser nuestra crítica cinematográfica, que era impresionante, porque sí, era una sí, señora. Sí. Me,、eh, la verdad es que nunca supimos muy bien en, en qué encajarla, pero sí sabíamos que queríamos que trabajara con nosotros, ¿no? Para, bueno, también un poco haciendo una labor un poco humanitaria, ¿no? Para que dejara a las mujeres de f e g a r Y entonces la, la llevamos un día a ver Titani, c que era la primera vez en su vida que iba al cine. Madre mía, y, pero, y luego la l l e v a m a Pero luego、eh, hacía unas críticas muy curiosas、sí. porque realmente era lo que pensaba la gente.、Uh -huh. O sea, sí, ella sabía claro,、pues、si el protagonista le gustaba o no le gustaba. Uno、sí. que lo hacía muy mal, qué feo es este. Claro, claro, y se fijaba en cosas absurdas. Te voy a contar lo de Titanic porque nosotros ya decidimos dejarla como. Como comentarista, o sea, como crítica cinematográfica, porque al ir a ver aquella peli de Titanic,、eh, se tiró 20 minutos hablando de Titanic y no pronunció la palabra barco. <risa> Entonces, e n n t o claro, e s c era buenísimo. porque Bueno, Cándida, ¿qué te parece e s t a r Y empezó a decir: Hay que ver, hay que ver cómo estaban de limpio esos suelos. ¿eh? Eso, eso lo tienen que haber lavado con vinagre, porque e si o no pues s no, esta madera no puede brillar tanto. Y claro, ella le llamaba la atención que estaba muy limpia la, la vajilla, no sé qué. Y entonces dije:、bueno, Eso es impresionante. Y bueno, llegó a ser,、eh, cuando hacíamos el programa、eh, por la mañana, Matutino en, en M60, llegó a ser un personaje muy. Querido por todo el mundo, de hecho íbamos a hacer el programa por ahí fuera y lo hacíamos en, en papeles de deporte. Bueno, juntamos á、sí. b 15.000 personas y la gente iba con pancartas. Con Cándida, ¿verdad? Con Cándida, sí, sí.、Genial. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está disfrutando este programa? Todavía no he dicho hola, pero Luis Ignacio González, antes llamado a Napoleón. Hola, no Napoleón. Cómo hemos ¿Qué pasa contigo? Hola, Napoleón. ¿Qué l l e estás escuchando? Napoleón tiene. Vosotros no sabéis e s t a historia porque no es de la radio, pero bueno, cuando os he dicho que. e que, que v a, a, a s a contar lo del e l c o n i c No, que no es de la. Sí, sí, sí, sí. Cuando, cuando digo que, que Antena 3 ya no solamente era un, una, un, un grupo de, de profesionales y de compañeros que trabajábamos en el mismo sitio, sino que. Que iba más allá porque éramos amigos o somos amigos. <risa> Recuerdo un día en mi casa que estábamos comiendo.、Eh, estaba pues, claro, claro gente, García. Estaba claro García, García también y tal. Y entonces dijimos: pues, después de la, de la de comer y tal, ahí con el sopor de las copas y de, de la sobremesa y tal, vamos a jugar un, un, un escondite y tal. Y entonces, pues empezamos a jugar el escondite y tal. Dejamos de jugar al escondite y Luis Ignacio no aparecía. Y mí, pasamos, de buscar, pasamos de buscarle y a las tres horas aparece Luis Ignacio de, de dentro de una caja de, de, de una de, de u nevera a n que me había comprado y e m p e z a b a h o l a ¡Estoy aquí! Excuso, y llevamos, hacía tres horas que habíamos dejado de jugar al escondite. Excuso, excuso deciros que en, en parte de esas tres horas yo me eché un largo. Sueño,、claro. porque las copas habían sido muy generosas, ¿no? Como solía ocurrir en ese tipo de reuniones, ¿no? Pero eso fue buenísimo. Tres、eh. horas después, Ay, ¡Hola! ¡Estoy aquí! Sí, sí. En fin. Fue el más listo, él fue el que durmió la siesta. No, bueno, hubo de todo. Pero yo lo recuerdo vagamente. ¿eh? Yo tengo otras, tengo otras que no se pueden contar. ¿Cómo? n a pena, esta, sí, pero sí, hoy sí. es un día especial. hombre.、Sí. Este pero... programa no tendría que haber existido realmente. Pero bueno, no, no sé por qué. Cuenta, cuenta, anda, anda. Cuenta、ah, no, no, en, en general, bueno, es que hay muchas, ¿no? Pero hubo una muy buena que veníamos de fiesta toda la noche, y entonces、eh, yo no, ya tenía un moco que veía a Gandhi directamente. Y entonces me dice Juan Luis que la que vivía en Canillas o en Canillejas, ¿no? Sí, sí, en la calle Canillas, ¿eh? Y entonces digo. Joder, pues no puedo más, y, y caí rendido en, en la cama de, de matrimonio. Me quedé así tapado. Y alguien vino a ver a Juan Luis, no sé si era su novia de entonces o quién coño era, diciendo. Que... ¿Quién está ahí en tu habitación? <risa> Me está pensando que era una conquista de, de aquí, de Don Juan Luis, que, que le estaba poniendo los cuernos y tal. Y dice: No, coño, que es Napoleón.、Y、dice: Sí, venga, Encima <risa> Napoleón. Y, y, y, y se marchó dando un portazo y yo fui detrás y a no la pillé, pero en serio creyó que era una. Y era yo, que estaba.、Pues、Estabas eso, durmiendo. Estaba durmiendo, y... bien, durmiendo a las nueve de la mañana o a las diez serían, ¿no? Es decir,、sí. que esa fue muy la buena. La verdad es que de aquellas hubo muchas, porque éramos un poquito que nos gustaba bastante salir. <risa> Que Luego íbamos, oye, que íbamos a, a charlar, o sea, que nos quedábamos charlando. Salíamos por la noche, pero para charlar. Sí, sí. no, d e verdad. Pero de... que nos gustaba mucho De hecho, <risa> a, Hablabas antes de Claro García. que Ya sabes、sí. cómo es,、eh, le dije que si venía tal tenía un tema familiar bastante serio hoy por la mañana y me manda muchos abrazos para todos. Est estuve ayer con él.、Sí. ¿Se lo devuelves? Y, sí. sí, sí, se lo diré si es que no nos está escuchando. ¿eh? Pero dejadme bueno, decir claro, algo. Pero que gana un Goya, que gana un Goya, c l a r o hay que decirlo.、Sí. Ah, bueno, eh, Juan Luis, soy Rafa Cerro, hola. Hola Rafa, a Oye,、Pepito、ya nos. No, exactamente, así me llamaban estos dos. Pepito Grillanes, <risa> es verdad, así、sí. desde el primer día d e q u e ya no se nos puede Luis, Vi,、eh, Luis Vicente,、eh, Luis Ignacio, Juan Luis Nieves, todos、eh, pa, ni pasar preguntas. Nos dice a Bellamón a través de Twitter: nos pregunta cómo no le preguntáis a Juan Luis aquello de los geos.、Eh, pero, Juan Luis, ¿tienes un segundo para esperar? Por favor, espera, espera un segundito que tenemos una cosa、sí. entre medias.、Vale. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3.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 Pepe, ¿sabes que necesitamos una cristalería nueva? El Banco Meridional le regala una vajilla y cristalería o una batería b r o w e r para cocinar sin agua ni grasas. Por una imposición a un año de 150.000 pesetas, le ofrecemos un 6% de interés más la vajilla y la cristalería o la batería. Es una oferta del Banco Meridional para que estrene hoy mismo algo importante para su hogar. Pepe, ahora que tenemos la cristalería, ¿sabes que no vendría mal una batería?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 ¿Cómo estamos disfrutando este programa 33 de Antena 3 con tantos amigos aquí reunidos hoy? Y hay una parte que nuestros oyentes、eh, no comparten, pero que el resto de los profesionales que nos estamos reuniendo aquí sí, en nuestra terraza de Capital Radio, pues estamos tomándonos unos canapés muy ricos de e n v a s y unas cervezas de Sagra. Sagra qué, Sagra, qué rica está esta cerveza. Está buenísima, buenísima. Y además, es artesanal. Es artesanal, una cerveza artesanal y además、eh, nuestra terraza que está decorada maravillosamente por el centro de jardinería Los Peñotes y también por Carmel Decoración Floral de n u e v o Nuestra amiga Ana Luisa. Ana Luisa. Mucha gente se pregunta: ¿qué hacen los profesionales de antena 3 de radio hoy? Pues brillan en sus nuevas profesiones. ¿Y bueno, qué mano tiene Ana Luisa con las plantas? Con las flores. Con las vierta, flores. Vierta, con vierta. las flores.、Vierta. Muchas gracias. Qué bonito, Ana Luisa. Lo vamos a tuitear para que lo vea vale, la gente. Vale, genial. Y el que esté interesado, pues puede entrar en florescarmel.es para si le gusta la decoración, que lo vemos las fotografías en el, en el Twitter. Y ahí estamos en la terraza tomándonos unos canapés de énvasis, porque como en todo encuentro. O reunión de amigos como esta, pues no puede faltar algo para picar y, y de calidad. Por eso, para estas ocasiones especiales, pues、eh, hay que hablar de e m b a s i s ya sea para el desayuno, para el cóctel, para la comida o para la cena. Con e m b a s i s pues seguro que, que acertamos. Podemos visitar la página web w w w e m b a s i s e s con dos s y, y con y y descubrir p、pues, una e s u amplia gama de productos que nos ofrece para cualquier encuentro. e m b a s i s que ya sabemos, desde 1931, la pastelería d e l i c a t e s i m a Bueno, una pastelería con mucha historia. Ahí tomaban que hacer los espías. Sí,、no、señor. Libros, hemos hablado de e m b a s s n o Sí, cuando se habla del espionaje y de cómo estaban allí unos en una planta y otros en otra, ¿no? O sea, right, está, está muy bien, está muy bien. Oye, estaba Juan Luis por ahí, ¿no? Sí, tenía estoy, algo estoy. que contarnos, ¿no? Estoy, está, estoy, está escondido. Lo de los geos, lo de los geos, s q u e decía lo de、eh, Abel Amón? Pues yo, mira, yo creo que esa o sea, pues, es la historia sí,、bueno. más importante. Impresionante que pasó en Antena 3 y que、eh, luego nadie la recuerda, no, o nadie la cuenta, es, bueno, excepto yo y a Belamón.、Claro. <risa> Pero mira, en el aniversario de, del 23F, en el segundo aniversario, el día、mm, 23 de febrero de 1983, a Guillermo y a mí, que éramos un poquito d e s c e l e b r a d o s no se nos ocurrió otra cosa, nada más que hacer un simulacro. Como si hubiera entrado la Guardia Civil en el, en el estudio. Y entonces estábamos、eh, haciendo el programa normal y corriente, y le dijimos a Santi Alcántara, que había sido más h u m a n a en un principio también, y、sí. había ido a vernos, le dijimos: Tío, cuando e s t e m o s haciendo el programa así normal y corriente, tú entras sin avisarnos. Empieza a pegar voces y tal, como si fueras l agua de cil, y, y, y entonces nosotros, bueno, pues vamos a hacer el paripé como que habéis entrado. Entonces,、eh, efectivamente lo hizo el técnico, que no me acuerdo si era Marcos Granado ya. a q u e anda por aquí, por cierto? ¿Sí? sí, sí. Sí, pues no me acuerdo si era Marcos o, o, o Manolo Ruiz, no me acuerdo quién era, ya estaba avisado. Entonces lo que hizo fue dejar unos momentos、eh, para que sonara el, el, lo que pasaba en el estudio, de repente meter un disco así llorado. Dejarlo que sonara un poquito, le dio así luego, al cabo de, lo, de los 30 segundos, o por él, le l dio así un manotacillo o al a b r z al brazo del, del plato. Para que,、mm, es que el, el disco dejara de sonar, y entonces a partir de ahí empezaron a sonar marchas militares. Madre mía, qué s u c e d i Bueno, fue. ¿No、qué、se acordáis、susto. de a q u e l l o Sí, sí,、no? ahora que. que entonces, ahora bueno, sí, bueno. Fue brutal. Eh, eh, se bloquearon todas las centralitas. Bueno, a los 10 minutos se, la Guardia Civil, de verdad, los, los geos de la Guardia Civil ¿no? empezaron a entrar en, en, el, en la redacción, o sea, en, el, en la radio, bloquearon toda la radio, llamaron a e l d i a r t e Juan Luis, Luis, Luis, Luis, diarte, Juan Luis eso, eso, eso te iba a pedir, d í g e Dale, dale, dale,、claro. dale, dale. Y entonces a Manolo Iviarte, que era n l director de publicidad de d e Anteneto, le pillaron. Di, digamos、eh, que el... tiene dos do, o sea, dos metros de, tenía dos metros de altura. Y mandaba un porrón, además. Mandaba, mandaba un、eh, eh, eh, eh. A Manolo Iviarte le, le pillaron en el garaje que salía hacia su casa y entonces le detuvieron ahí y además estrenaba coche ese día. Y entonces el hombre, con los nervios, viéndose rodeado de, de policías, de guardias civiles, de Egeos, de estos. Intentaba abrir la ventanilla y le daba a los d e p a r a b r i s a s Intentaba d n o s pequeños, bueno, con los m e d o s ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Pues、bueno, se montó allí en l o s Y entonces me acuerdo que estábamos allí、eh, aguantando el tirón y venía Consuelo Sánchez Vicente, que era la directora de Informativos. ...o... No, era su directora, por aquel entonces el director era Pete Cabero. Pepe Cabero、sí. Era Pete Cabero, Y venía eh, eh, y nos decía. Por favor, por favor, quitar, la, quitar las marchas militares y poner Jotas que también son muy patrióticas. Y decíamos <risa> n o s o r n o ¡No! ¡No! ¡Se quedan aquí! Bueno, y, y eso picaron, que te ofrecía、pues. la alternativa ya hecha, ¿eh? e <risa> consuelo a h í Bueno, el caso es que. Claro,、eh, si yo hubiera sido el jefe, el director de la emisora en ese momento, me habría expulsado a mí mismo. Eso te iba a, te iba a preguntar. Esta vez tampoco,、claro. tampoco te echaron. No, y entonces, Manolo, entonces Manolo, Martín Ferrán, Manolo Martín Ferrán al día siguiente hizo una reunión. ¿Te acuerdas que había reuniones de todos los redactores jefes o todos los jefes sí, de sección o como sí, sí. Y entonces la historia, Manolo Martín Ferrán, <risa> que luego nos enteraba a nosotros por Miguel Ángel García Juez, que nos lo contó, dijo: Vamos a ver, Murros. A estos chicos, o se les echa, o no se les dice nada. <risa> <risa> no, cabe no cabe término medio. <risa> Luego, como, entonces... Juan Luis, como contrapunto, te acuerdas de lo que me dijiste tu tiempo después? Me dijiste, pero. Había que tener muchísimo cuidado con lo que se decía en Goma Espuma porque tenía una trascendencia enorme. Espero、sí, sí, que、sí. si sí, nos、claro, cuente、claro. el final. El final, ¿se os dijo algo? Espera, un interrogante. a inter inter No nos dijeron nada. Luis, está Marcos Granados que se acaba de sentar en nuestra mesa. Hola a todos. Marcos es el mejor,、eh, con todo el cariño a todos los demás técnicos, es el mejor técnico que la radiodifusión española en muchos siglos.、Vale, aguantamos a vosotros,、hermano. ya tiene mérito. <ríe> ¿Eh? Sí, sí. Hola Marquitos. Hola, ¿qué tal, Juan Luis? Hola a todos. ¿eh? Hola, hola. Tengo la suerte、hola. que le veo todos los días ahora otra vez. ¿Cómo,、sí. ¿cómo aguantaste aquella escena, Marcos? Con la pues, música militar, todos histéricos. Bueno,、eh, la verdad es que te metías en, el, en la realización del programa diario. O sea, no te planteabas que. Eh, que esto podía tener una repercusión muy, muy grande, ¿no? entonces、eh, para mí fue como un sketch más. ¿no? ¿Ah, ¿sí? y, y, lo que pasa、eh, ya me inquieté un poco que seguimos la broma hasta el final. ¿no? O Encontró sea,、eh, sí, sí. a Poli te diste cuenta que no era una broma. ¿no? Eh, claro, eh, a, a mí me decían, joder, e s t á la policía abajo y tal, no sé qué. Y, y o、claro, yo, yo ya preguntaba a unos y a otros. Juan Luis y Guillermo se fueron de, de allí. Y digo, joder, ¿qué hago? Sigo, sigo metiendo marchas militares y tal. Y al final nada, me dijeron nada, nada. Tú metes la sintonía final y pitos y pito informativo. Y no se dio una explicación ninguna de nada, ¿no?、Y、digo, hostia. O e sea, l mogollón se formó después, c l o ¿Y no me t i e r e s una J? <risa> no, no, no, no, metimos, no, metimos J, no, J. Una Oye, pero de puedo cabina, contar... no, no, no, no, no, no, no, n i m o s o no, no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n no, no, no, b u e n o pues que te diga él, ¿le das permiso a Luis Ángel? Sí, hombre, ¿cómo no? Pues, hasta el, Ángel, mi... hasta el del partido, yo, yo hasta el no me ha ganado a mí nadie. Mira, era, muy, era, muy bueno, era muy bueno porque Luis Ángel llegaba allí por la mañana y luego muchos días se piraba mucho antes de lo que a él le interesaba que los demás nos enteráramos que se había pirao. d Y entonces dejaba la, el despacho abierto y la radio encendida para que cuando tú pasaras por allí dijeras, coño, Luis Ángel no está de estar en el baño Ángel,、no. y se había pirao. d Hacía s horas el cabrón. Es que yo el despacho le tenía en un sitio que había que pasar por, por delante、sí. para entrar en el estudio. Sí, í c u a r a un despacho pequeñito. Sí, sí claro. Sí, sí. Ya, sí, pero... Juan, Luis, Juan Luis, soy e LSH. ¿Tú recuerdas Hola, la, la, la, broma, la broma que le hicimos a la Guaida cuando tenía que entrar en informativos? t e r esa Guaida, Y le pusimos. Y, y le pusimos una cadena diciendo: Me pones muchísimo. bien, Déjame que te encadene. Y dijo: o y a con esa voz sensual, <risa> déjame, de, encadéname, Carlos. Juan, no, no, eso es, no bueno, de eso no me acuerdo. Y entra la tía, le encadenamos al perchero de, de la reunión. No, no, no, y no, entró, no. Y entró con el perchero a hacer el informativo. <risa> con todos. Pero no fue así, no fue así <risa> Carlos. Fue con el. No, no, fue con las, con, las, con las esposas que le mangamos al escolta que tenía Yale. Ah, esa fue otra. No, no, no, no. p o amor,、ah. de verdad, ¿eh?、Ah, esto es demasiado. Es demasiado, ¿eh? e s a se la hice yo con Manolito Ruiz. Y la、Eso. otra, las esposas, le dices tú, ah. ¿Tú te acuerdas, sí, ¿tú te acuerdas、sí. de la que le hacías Guillermo y tú,、eh, está el cristal del estudio? Claro que te acuerdas. ¿A Beltrán? Anotó Beltrán. Sí, estaba en directo y como había un cristal lateral, como aquí en Capital Radio también, es que lo he visto hacer, ¿eh? Y yo p o allí, y entonces veías e s t a b a Beltrán trabajando y hablando de la tele tal, y por el lado de la derecha pasaban Juan Luis y Guillermo, pero pasaban arrugándose y agachándose a cada pasito, pum, pum, pum, y entonces Beltrán sí, creía sí, que sí, se había、sí. generado a una escalera de la nada, se volvió loco y... <risa> eh, eh, Juan, Luis, Juan Luis Cano, si tuvieses que decirle a alguien que no ha conocido a Carlos Pumares quién era, ¿qué le dirías? Joder, pues era un personaje entrañablemente h i s t r i ó n i c o y con una entrañable mala leche. Sí, no, era, la, era, la... Maravilloso. La era maravilloso. Era la... maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo que era? Es es la, la, especialidad, es, era, ya, bueno,、claro. la especialidad de Pumares, es que sabía lo que ganaba todo el mundo de la casa. Jajaja. <Risas> Y si a uno le h b i e r a A los 10 minutos de que le subiera n el sueldo, ya lo sabía Pumares. Pero ¿cómo o se t e n í a、ah, tanta información? No, no, no lo sé, no lo sé. No. Había, había Pumares Vips. Ese era Pumares Antena 3. Pumares Vips. Yo le vi. Tiene que decir algo. Carlos Pumares. Buenos días. Buenos días. Estaba escuchando a esa pandilla. Hay que tener en cuenta que la noche, la noche, punto uno, por la noche. Mandaban a los técnicos castigados. Por lo cual eran los mejores. Ahí está j u a n a n tono i el Manolito. Y Carlitos, oye, Carlos, ¿te acuerdas de la.? o y e ¿te acuerdas, Carlos, de la anécdota del rácano? Abocando los vidrios, metiendo la oreja dentro del plato. Sí, t e acuerdas, Carlos? ¿Te acuerdas, Carlos, de lo rácano que era Manolo Martín Ferrán? Que te compusimos al piar s á n c h y yo. arriba, ¿eh? te, te, te, te, te compusimos una canción que estuvo asunando durante 15 años, que era un borrador que hicimos, ¿te acuerdas? Al piano, que unía antena 3, antena 3, y luego decía. tan, tan, tan, tan, tan, tan estar desmemorí, Bueno, pues、no, e l todo estoy asunido pero... con la sintonía de antena 3. Bueno, hicimos el borrador, se lo presentamos a Manuel Martín Ferrán, y el cabrón nos dijo: Bueno, muy bien, vale así. Y se tiró 15 años sonando el borrador por no pagarnos. No, porque era muy bueno. <risa> <risa> Carlos, s a c u é r d a t s Os cuento una mejor de Racanería. Alfonso Usía escribe unas poesías. Y yo lo monto con músicas. Estamos dando, porque era una felicitación de Navidad a todo el mundo. Ah, me acuerdo、y、yo de eso. Estaban Juan Antonio Navarro y Manolo Ruiz. Y era eso de montar. Es que, ¿Cómo ...es explicamos que falta una S y entonces en la papelera había que sacar todas las cintas magnetofónicas y, en, y estar buscando una S para pegarla? Nada de eso de internet y de esas hostias, eso no funcionaba, no existía. Y entonces les invito a comer en Vips. Soy el jefe, lo normal. Paso la factura y me llama Don Manuel. Oye, me parece muy bien que invites a tus técnicos, pero lo pagas tú, no la empresa. <risa> <risa> Hermo hermoso, hermoso. Carlos, hermoso. ¿puedo contar yo、pero、todo e le i g s p e r a d esperad, esperad, esperad que contéis muchas anécdotas,、sí. pero Carlos Pumares no ha respondido a las dos preguntas esenciales. Si ¿Sí、existe Dios. Una, es, ¿Pues、sí. ¿sí? ¿Vosotros sí, sí. no sabéis, no recordáis, no recordáis un programa que se llamaba Música para Exquisitos? Sí. sí. <risa> claro que sí. sí. Una mañana. Yo he terminado, he vuelto a la emisora, se me ha olvidado algo. Entro en el control y no veo, no veo al que hace música para exquisitos. Me voy al pasillo y miro. Está agachado. De una señorita、no、mucho、idea. más abajo. Es verdad, es verdad. A, es verdad. a mí me impresionó, Carlos, era fácil, me impresionó. Se me q u e d a como grabado en la retina, como cuando miras una bombilla y luego cierras los ojos y sigues viendo la, la bombilla. Igual, el filamento. c o r s un tupido v e r n o Sí, sí, sí.、No、sé. Carlos Pumares,、no、o pero... ¿Y no recordáis a otro que había sido corresponsal? De, de no sé qué periódico en Londres, de rodillas encima de la mesa, pidiéndole perdón a su novia. Hombre, yo lo recuerdo perfectamente, Carlos. Yo lo recuerdo perfectamente. Pero no vamos a decir quién era. Pero, ¿cómo supiste no, no, lo que ganaba no, cada no, persona de yo, no, a n t e r i o No seré yo quien lo, lo, lo diga, ¿no? Hombres, pero, ¿qué? Joder, qué, qué maravilla de radio era. Desde, ya, desde luego. Ya, desde bueno, desde desde luego. y ese、cuando、momento, se, cuando chicos. Ese... Ar, cuando llegaba García j u á r e z a la redacción y se olía a los n ovacos. Carlos, Carlos, Carlos Tumares. Hay que d e c i r o t r a s c o s Y ese momento, ese momento de por la tarde-noche, ya, cuando nosotros salíamos de hacer el programa. Y entonces d u d a b a decías: ¿Qué hacemos? ¿nos ¿Vamos a casa o nos vamos a joder un poquito a Pumares que estará leyendo en el VIV? <risa> entonces nos pasábamos por ahí porque estaba solo siempre con un librote súper grande leyendo y con un café con leche. Y entonces llegabas a í Hola Carlos, ¿cómo estás? Déjame pasar, estoy leyendo. ¿Tú te acuerdas de lo que hacía、eh, Juan Luis, lo que hacía con la cucharilla en el v i p s Eh, a gritos、no. con el camarero, porque había entre, venido la cucharilla entre el, el platito del, y la taza, y decía que era para darle un centímetro cúbico menos de café que lo metían ahí para que se inclinara la taza, gritando.、No, c creo... es que son unos cabrones no, no, no, mira,、eh, Carlos Pumares, ¿siempre has estado enfadado? No, no. Toda tu vida. <risa> Carlos, ¿qué macos eran los camareros del Vips? ¿eh? Mira, a sabes lo que yo llegué a hacer en Vips? Tú sabes que abrieron una pizzería al lado Gino's. Sí, claro. ¿Eh? La pizza de Gino's era mejor que la de Bitch. Parece una tontería, pero es cierto. Y había un metre que usaba calcetines blancos, lo cual es como muy hortera. Peso e s c a l l a d o sí. Y le convencí y me iba a l l r n o s a buscar una p i n c a y me la cobró a precio de misma barata. Bueno, bueno, bueno. Vamos marric, a decir que era nuestro cuartel general, que como pasábamos marric, tantas horas en Atena n、claro, 3, cuando、claro. salíamos nos íbamos al Vips o al Verde. Ojo con marric, el Verde, que、marric. con aquella parra、marric. también pasamos muchas, el, el muchas verde, tardes. El Verde, el Asqueroso. El Verde, el Asqueroso. Luis, cuando más s ¿Quién demoniaba、eh, realmente Carlos Fumares?、Eh, no sé quiénes e r a pero dos canallas que antes de empezar el programa, como tenías e a memoria prodigiosa con las películas, decían: en el último minuto decían, todas las películas que cita las está mirando en un ordenador. Tiene aquí el ordenador. ¿Tú te acuerdas de quién puede ser? Hey, hey, hey, Oye, ves, le giraba la cabeza y todo como、ver? a la niña l exorcista u e n Bueno, se pero se pone aparte pone. de todo、pero、esto,、sí. Carlos, Carlos, Carlos,、eh, dejaros de Vips. Habla de ese Oscar que tuvimos en Antena 3, que vivimos un Oscar, por favor. Es verdad. Tuvimos. Mira,、eh, pero que, que, que, que, que, que, que. Sí, mira, yo me acuerdo. Volver a empezar. Retransmití los Oscars para Antena 3 Televisión. Yo tenía que hacer el polvo desde Los Ángeles, como el Fese. Y entonces, y al volver, Martín f e r r a n me echa a b una bronca por lo que habían costado las líneas. Y le, me le quedo mirando, dice, ¿qué líneas? Las del teléfono, que sonaba muy bien, eso es muy caro, le digo Manolo, era el teléfono de la habitación, que allí son tres compañías telefónicas entre Los Ángeles y Nueva York, más el cable atlántico, y sonaba de maravilla, no se pagó ni un duro. Mm, bueno. es, es que estaban por la peseta, pero luego se pegaban unas comilonas de la de Dios. <risa> bueno, ya, ya, que, que aquí hay un jefe que diga algo, Luis Ángel, no,、eh, en detrimento pregunta, de lo que se está aquí diciendo. Una pregunta de fondo: ¿en algún momento Antena 3 de Radio se pensó echar a Carlos Pumares por estas cosas? No. <risa> no, no, no, Pese a、no. todo, nunca,、no, nunca enfadó、no, a lo suficiente、no, a los jefes no, de la f a h a b í a Está f a v i e r Jimeno en el digo, otro lado ¿no? del cristal diciendo no, ¿no? ¿De no, verdad no. que no? Había una, una especie de convención no, no escrita de que a cada uno había que mirarle como era. O sea, conocerle. conocerle. Claro, intentar que este señor fuera un señor civilizado, pues era una cosa muy rara. Entonces, claro, s í te compré, así te g a s t o n o e x a c t a m e n c e r Yo debo reconocer que he estado. A mí, por ejemplo, me han echado de todas las televisiones varias veces,、eh, incluso de varias autonómicas, pero que lo que es inolvidable, inolvidable, inolvidable es. Los años de Antena 3 fueron、eh. maravillosos y además la gente La gente que yo conocí, los profesionales que allí había a todos los niveles. Y yo puedo decir cosas de Manolo, pero chafó para Manolo, que fue el que me llevó. Rosaría quiere hablarte, yo acuerdo, Carlos. Yo me acuerdo cuando entro en el despacho y me dice: Oye, que puedes hacer un programa si quieres de cine, que eres un pesado. Y yo le digo: ¿Tienes título? Y yo le digo. Pues hay una canción americana muy bonita que es. Estardados. Es, nada, ni flores. Polvo de estrellas. Sí, sí, eso, eso, polvo de estrellas. Pero Carlos. Y así salió. Pero Carlos, ten en cuenta que no fue por otra cosa sino palabra. Polvo de estrellas que quedaba como muy a, a absorbente. e ¿eh? Ten en cuenta y, que a mí... te Llegaron a decir que era la emisora más erótica porque empezaba con el primero de la mañana y terminaba en polvo de estrellas. Pero tú te acuerdas, Carlos, que a ti te tenía un respeto enorme a pesar de que eras un tripero y comías con agua. Eso sí, sí, a yo, Manolo. Yo comía... Yo, com yo comía con agua y, y, lo sigo y lo sigo haciendo. No me sí, gusta beber. Pero eres la única persona que Manolo respetaba, que haciendo esas barbaridades、ah, le daba un programa en la radio. A pesar de. Ay, ay, creyó en ti. Bueno, yo. h e h e c h o Varias navidades y varios años nuevos. El programa extraordinario de, de la noche. Sí, pero, pero con la agua. Gente, la gente olvida. Tú, tú fíjate, Antena 3 Televisión. Hace un, el aniversario de 25 años, me invitan, es la empresa que más me ha echado, y no recuerdan que Antena 3 <risa> Televisión fue la primera empresa privada que retransmitió los Oscars. Sí, señor. Y lo、sí. sé porque lo hice yo. Sí, pero una cosa que. Que i b e l balduque de técnico. Sí, señor, que está por aquí. Oye, una cosa, Carlos, pero ¿tú te imaginas.? Desde el punto de vista tuyo de radio, de música, de todo, los caminos que abriste, porque es que era impensable, era impensable que se pudiera hacer un programa sin televisión solo por radio.、Eh, bueno, fíjate, fíjate, hablando de Oscars. De aquellos momentos, de cosas abiertas y de cómo muchos profesionales de aquella cantera hoy son grandes estrellas. Ana Rosa Quintana, ¿cómo te echamos Hola, de menos buenos aquí? Días. Buenos días, Ana Rosa. Bueno, y yo a vosotros, y yo a vosotros. Oye, un beso, me hace mucha ilusión、eh, que estéis todos allí. Y p e r d ó n a d m e mira, mirad q u é vos tengo. Estoy en plena feria de Sevilla. <risa> te envidiamos. <risa> no, no, ¿Qué, bueno, no te creas. Qué canalla, pues yo estoy en Málaga, Ana Rosa, a、ah, la c h i n t a Pero a ver, más res. Estarás más descansado, ¿no? Pues yo estoy、también. en Ibiza, Ana Rosa se ¿sí? juega el Vistano. Yo estoy、sí. no. no, en, en Ibiza. Pues <risa>、eh, a, a, <risa> aquí、hacia. los amigos de Antena 3 de Radio juntos en Madrid, en un lugar del centro de Madrid, en una terraza preciosa, compartiendo oye, no, no, abrazos no y besos. s nos perdéis? No, oye, ¿no? no podéis contratarme para hacer un programita, ya aprovechando.、Eh, y lo, luego veremos、eh, en cuánto te vendes, Carlos. <risa> No, no. Mira, Carlos, Carlos Pumares, ¿eh, recuerdas una de las cosas más curiosas que se te ocurrió hacer、eh, como demostrar que Williams había hecho la misma banda sonora en todas sus películas y me pediste que te, te mezclara、eh, todas las películas. s t e acuerdo?、Sí, sí, hicimos, y pasábamos de una, otra, pa, de, una otra, de una a otra y demostramos de que otra, Williams otra, que lo lo que decías, demostramos. había hecho la misma obra y pasamos de, de una a otra y llamaban a los oyentes para. Para decir, no, no, hemos cambiado cinco veces de música. Hay gente Ana, más loca. Ana, Ana Rosa Quintana, ¿qué, ¿qué recuerdas tú de Antena 3 de Radio? Si cierras los ojos, ¿qué recuerdas de aquella época que viviste en Antena 3 de Radio? Bueno,、eh, fue. Lo habéis dicho ya antes de cuando estaba escuchando, ¿no? Yo creo que fue、eh, en torno a Manolo Martín f e r r á n reunió muchísima gente que, que no era la habitual. Y se creó algo mágico, se creó una forma de, de hacer radio moderna. Y los informativos eran modernos,、eh, los programas eran atrevidos, el humor en la radio, o sea, había tantas cosas.、Eh, yo ahí era, hacía un poco más lo que, lo que sigo haciendo, m a g a z i e y era la menos original de todos. Pero, pero realmente、eh, se c o n s i d e r a r o n muchas exclusivas. Yo, c r eso o que que fue dar el paso a hacer la radio que se está haciendo ahora, ¿no? la radio. Incluso. Fíjate, te diría más moderna que ahora. Pero además hay una cosa que sí hizo, hizo Antena 3, que con FM, frecuencia modulada, consiguió una audiencia con unos programas que eran los de AM. Es decir, porque la,、eh, la frecuencia、claro. regulada era fórmula de dar el tráfico, la economía o algo, no hacer programas, concursos, música, y ese pero, creo que pero, fue un、eh, adelanto. Pero p u、pues, m a r e además,、eh, yo creo que, por ejemplo, informativamente eran muy atrevidos, muy libres,、sí. muy independientes、eh, y muy atrevidos. Antonio Herrero. Sí, sí, sí. Hacía unos programas. Revolucionó r e v o los u c i n informativos. Revolucionó los informativos. Y luego. q luego e carro que los dirigía. Sí, y la Goma Puma no te quiero contar las que montaba n la Goma Puma. Que está, está Juan Luis por ahí, ¿no? Sí, hola Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola mi niño, ¿qué tal? Te... Que s i u e n h a c e n Muy b i e n cariño, fenomenal, sí, estupendo. Oye, tenemos una comida pendiente, acuérdate, bonita. s、sí. ¿no es? Sí, oye, vale, no. esto es, oye, si molestamos los que estamos. Nosotros、pues、sí, milatamos. Sí, sí. ¿sí, ¿sí? ¿sí? <risa> <risa> que Juan Luis y yo nos hemos visto bastante últimamente. Claro que sí, claro que sí. O sea que. Pues sí, me alegra ver. mucho verte. Yo creo que era eso: una mezcla de, de gente joven que se le ocurrían cosas que tenía ideas y una dirección. Que no solo no le daba miedo, sino que las impulsaba. Por alusiones, Javier、pues、Jimeno. Qué, qué, qué duro ha sido eso de gente joven. Carlos, d e j a l o hablar al jefe, anda. Hola a los tres, Ana Rosa. Hola, c ó m o estás?、Eh, ¿Cómo estáis todas? ¿Qué tal, Carlos? s m u y bien. Oye, no, yo solamente un poco, por, porque ya lo hemos comentado un poquito al principio del programa, yo creo que aquí el, el resumen de, de todo lo que estamos hablando sería, primero, que el gran reto era precisamente convertir a la frecuencia modulada en una alternativa real a la onda media, que era ese. ese fue Sin ninguna duda, el primer gran éxito del modelo, y luego, por supuesto, la originalidad de sus contenidos y, y la gran escuela que fue Antena 3 de descubrimiento de grandes figuras y de, y de profesionales que, que, que nacieron de la mano de, de Manolo Martín f e r n á n d e z y de todo el equipo. ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que、eh, en fin, hoy es un día especialmente emotivo porque no todos están con nosotros, ¿eh? como bien sabéis,、sí. y desde luego, pues hemos recorrido de, de la historia un poco de la casa y de los profesionales. Pero ese, ese equipo tiene un valor incalculable y yo creo que nunca más se va a repetir en la historia de la radio.、Pero、fíjate, Javier, que empezábamos este maratón radiofónico con Rosalía y empezaba Rosalía casi con lágrimas en los ojos, pero ha sido un estallido de alegría, lo que bueno, llevamos hasta ahora. Es que yo tengo que deciros a los tres que la gran virtud de Manolo es darse cuenta de que teníais un material buenísimo y que al mismo tiempo se os podía libe dar libertad porque al final. No ibais a boicotear todo, porque es que tener en cuenta que los jefes querían tenernos amarrados siempre, y en cambio Manolo tenía fe en vosotros, os dejó. Y claro, el resultado fue buenísimo. Hola Rosalía, que no te h e s a l u d a d o ¿eh? Sí, Juan、ah. Luis. Ya, ya, Juan Luis, te echo, te echo de menos porque con eso de que soy la ñosa, a mí nadie me da pelota. v a l e Fíjate, qué gentuza. Vale, oye, oye, Javier, tú te acuerdas de primer, la primera subida de sueldo que tuvimos goma, los gomas pumas, eh, eh, con Manolo, que fue, déjame contarlo porque fue brutal. Por favor, es una gran es... anécdota. Sí. Bueno, estábamos, Guillermo y yo,、eh, pues estábamos, hombre, cobramos bien, pues, pero vamos, como se cobraban a n t e de las tres, quitando García y, y algunos. Y entonces dijimos, a ver, a ver, ver、no、hacemos, a ver qué hacemos para intentar que nos suban el sueldo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ¿a quién podemos hacerle caer? Una noticia falsa y que tarde tres minutos se mira a contarse la mano. Y dijimos, pues evidentemente a Miguel Ángel a Miguel á Nieto. g e l n Y entonces estábamos, estábamos, cogiendo, estábamos cogiendo una Coca-Cola de, de la máquina que había allí y le digo, y dejo i g o y d yo caer así. A, y veo a Miguel Ángel que se acerca a la máquina y le digo, joder, Miguel Ángel, tío, ¿sabes qué nos ha pasado? Que nos, ha hecho una oferta, nos han hecho una oferta de la COPE, tío. Que no te puedes imaginar, y estamos, q u es e que no sabemos qué hacer, porque nos un, nosotros queremos seguir aquí, pero está, oye, a la media hora nos llama Manolo. <risa> llegamos al despacho. Funcionó, funcionó. Y llegamos al despacho, hermosos, hermosos. ¿Qué me, qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? <risa> pues no sé, Manolo, j o d e que nos h a llamado a la COPE, y entonces empieza Manolo. Javier, Javier, ¿qué cobran estos chicos? Y entonces te acuerdas tú, Javier. Perfectamente. Lo, y y、si、entonces llegas t e a ver allá al, al despacho y te pues, cobran tanto. Y dices, pero e s una mierda, hombre. Vamos a ver el muro, vamos a ver. A, <risa> a ver、vamos、si llegamos a, a la e u e r t o Y entonces tuvimos ahí un arreglito que n o s vino cojonadamente. <risa>、eh, lo, no, lo, no, lo que no sabéis es cómo sentaba cuando García decía. Bueno,、eh, ustedes estarán cansados y hay que dormir.、Así. Yo me quedaba helado. Y después venía el cubo e l a d o Pero perdona, Carlos, tu gran mérito profesional es que nos hiciste、Ay. trasnochar mucho más de lo deseado a muchos de los españoles que en aquel momento oímos a la radio. Porque es verdad que conseguiste hacer、sí. de un programa de cine un, un, una cosa Hay una cosa de Carlos eh, pero, eh, que. Carlos, hay una cosa que. siempre los tíos y nunca una señora. Carlos, la audiencia está a vida de conocer el final de una historia que muy poco se contó en antena. ¿Qué pasó aquella noche? Creo que lo sabemos, Álvaro Pérez, el técnico, Alberto Rull y yo somos que estábamos、bueno. allí. Carlos estaba muy preocupado, lógicamente, por los perturbados. Y era una hora muy mala, ¿no? Y gente que oía y la gente de la noche, pues a veces está un poco d e s c o n o a d a ¿Iban perturbados? Él decía que sí, pero lo demás no le hacíamos caso. Y una noche dijo: hay un. No sé si Juan Luis también lo recordará. ¿no? Hay un perturbado abajo que me va a seguir y tal. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Bajáis conmigo? ¿Me, a, me ayudáis? Tal, y Alberto y yo nos、pues, diluimos por el f u r o para que b a j a r s、sí. o l o y mirar por la ventana a Oquendo 23 a ver qué pasaba allí de, afuera. ¿no? Si era un perturbado, que era una locura, claro. ¿no? Entonces pim, salió él, ningún problema, miramos por la ventana. Nos quedamos desilusionados, sacó el coche en luces, coche, marcha atrás, salió de Oquendo y un perturbado encendió los, los faros. Dio <risa> marcha atrás y salió detrás de él de Oquendo. ¿Qué pasó? Don Carlos, ¿lo violentó a usted? ¿Qué pasó finalmente? ¿Lo alcanzó? No porque, ¿No? Por, no, porque fue un pronto que yo pensé mal y a lo mejor. Yo,、no. Salió un tarado, un tarado a las 4 de la mañana detrás del distrito. r í sí. sí. Un mirador, un... acelerando por la c a l l e e ¿Eh? Oye, m i r yo no. La no, última, que el maratón yo... tiene que seguir. Tenemos aquí gente muy importante esperando, ¿eh? Es la última, n o Pero solo quiero contar. José María García viene, ¿eh? Está, está, está aquí la ya. La ú l t i m a Mira,、eh, yo te he digo c que hay que descansar. El programa hasta las 2. Y un día García se retrasa. De tal forma que yo digo, muy buenas noches, bienvenidos todos a Polo de Estrellas de Antena 3. Vamos con un poco de música. Termina el disco y digo, bueno, hasta mañana. Tres <risa> <risa> minutos de programa. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, si está p o r ahí José María García, por favor que os cuente el día que íbamos a una boda. Y íbamos en el mismo coche, Guillermo yo, y yo, y José María García. Y nos equivocamos de boda y nos metimos en otra. Y, y no te puedes imaginar la gente, los invitados de la otra boda, cuando de repente ven entrar a, en, en, en, en la boda a José María García y a lo s g o m a p u ¿sí? O sea, pasamos a ser los protagonistas de la boda y los novios pasaron al segundo plano total. <risa> Enseguida se lo preguntamos. Ana Rosa Quintana, que muchísimas gracias por acompañarnos Oye, gracias a ir desde Sevilla. Ana Rosa, un beso muy fuerte y, y a José María. Ya se lo dais ahora, a b a l d u c u a todo el mundo. Gracias.、Eh, un abrazo. Fueron años,、eh, pero bueno, no hay que tener nostalgia, ¿eh? hay que、uh, um, recordar un poco lo que hemos aprendido y, y ponerlo encima de la mesa cada día. Claro que sí.、Eh, Oiga, un un, un muy beso,、fuerte. Ana Rosa Quintana.、Eh, a s p o m a e s Carlos p u m a r e s un abrazo. Adiós. <ríe> Adiós. <ríe> un abrazo, Carlos. Y a Juan Luis Cano. Bueno, un beso para todos. <risa> beso. Gracias, Juan. Igualmente.、Eh, muy, ha sido un momento muy bonito. Y bueno, a ver si ahora habláis con Guillermo. Pues nada, que vais a ver. Sí, que... Ahora conectamos con él en un ratito. Vale, con él、pues、se despierte.、Vale. Nos ha dicho que esperemos a que se despierte. Vale, venga, un beso para todos. Un beso. Adiós, Luis. Hasta luego, Marquito. Chao. Adiós, adiós. Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Hoy en Capital Radio.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 Como hoy hablamos de historia, en este caso de la historia de a n t e n a 3, i i os voy a contar la historia de e m b a s i que hoy nos acompaña en esta reunión de amigos. Fue fundada en 1931 como salón de t é por una irlandesa, por Margarita Kearney Taylor, que llegó desde París. A doña Margarita se le ocurre esta idea al comprobar que no había ningún lugar en Madrid donde una dama pudiera ir a solas a tomar el t é Enbasi recibe su nombre de un club londinense del que la señora Taylor era miembro. En los 80 se decide ampliar el salón de té, incorporando un restaurante a sus servicios y pasando de ser solo una pastelería a una tienda de alimentación y delicatessen. Actualmente, Enbasi está a cargo de la tercera generación de dueños, quienes desde el primer día cuidan siempre su calidad y su prestigio. Enbasi, desde 1931, tu pastelería Delicatessen. 33. <muchas> bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I... Para quienes sigan este programa por streaming, bueno, ya estarán viendo que José María García está en nuestros estudios. No le voy a saludar todavía, porque esto es emoción para dentro de un instante. Se e s t á haciendo fotografías con todas las personas que nos acompañan en esta edición especial de Los 33 de Antena 3. Estás escuchando Los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Habíamos prometido dos noticias, una ya la dimos y aquí viene la otra. Está a punto de ponerse en marcha una escuela de periodismo que lleva el nombre del maestro. Luis Ángel de la Viuda está desarrollando este proyecto. ¿Con Rosalía? Bueno, no, ni yo no le estoy desarrollando, le está desarrollando mucha gente y, por supuesto, Rosalía, que es la, bueno, la, la que ha aglutinado este tema. La idea es una idea muy sencilla: es hacer una escuela de periodismo que se parezca a una escuela de periodismo. ¿Eh? O sea, una cosa muy simple, porque la verdad es que hoy las facultades de periodismo se parecen a facultades de periodismo, pero no a escuelas de periodismo. Ya lo dijo、eh, García Márquez. Sí, en, la, en las facultades de periodismo se aprenden cosas buenas para el periodismo, pero no h a c e el periodismo. Bueno, nosotros no queremos arreglar la, la, la vida sin hacer, sencillamente, reunir a gente que ha hecho cosas、eh, en, en la radio, en la prensa y en la televisión, y con, un poco con el recuerdo, con la presencia, incluso con,、no、sé, con, con, la, con las reglas de Manuel Martín Ferrán. Esto em, empezará a funcionar en, en el mes de septiembre. Eh, y, y, y, y, ¿Y quién van a ser los profesores? Pues yo creo que todos los que estamos aquí, por decirlo de alguna manera. Vaya no, plantel, l、eh. o no, no, me entiendo.、Sí. Que, no, que no hay ninguna selección académica. O sea, no, no es que queramos que, que nada contra nadie, sino simplificar el tema del periodismo. El periodismo es una cosa, es un oficio. Eso lo, eso lo hemos oído muy, mi, miles de veces a Manolo. Es, uno, es, es un oficio. Es periodista, decía Manolo, el que dice serlo y se gana la vida con ello. Es verdad. La, la Fundación Telefónica es la patrocinadora de esta escuela. Sí, ¿no? La no, no, la, la Telefónica, no la Fundación. La telefónica, telefónica entera. La Telefónica, la Telefónica, no. Bueno, es igual, es decir, ¿no? sí. sí, concretamente, pero no es la Fundación. es... es hay, la vicepresidenta del, está ahí, está a, a, a tu derecha, ¿no?、O、a a mi izquierda está Rosaría. Esta idea de la escuela, Rosaría, de la Escuela de Periodismo Martín Ferrán, imagino que. Eh, os hace mucha ilusión en la familia, ¿no? Que lleve el nombre de m a r a Vamos、Marobo. a ver, es que esto. Ojo es... al dato. Es la primera vez en 40 años que veo a Rosalía delante del micrófono. Ah, porque es que lo mío han sido los gananciales. Yo siempre estaba al otro lado. No, pero hay una cosa, eso se lo he dicho antes a Consuelo, y es verdad. Vosotros sabéis, todos los que conocéis a Manolo, que Manolo y yo no éramos dos personas, éramos un 50% de una. Y todo absolutamente lo que se ha hecho en Antena 3, yo lo sabía. Pero lo del periodismo es obra de Luis Ángel, que se ha empeñado que Manolo no pase a, al olvido. Porque tener en cuenta que Manolo. Es que.、Mmm, La gente conoce poco. Manolo se empeña en que haya televisión privada, que se haga una cadena de, de, de radio en FM, que se haga un programa a las 3 de la tarde cultural en TV1 y tenga seguidores, que se abra la radio a partir de las 12 para hacer. José, José María, tú lo sabes perfectamente, se cerraba después del parto la radio y Manolo se empeña en hacer. Eh, hora 25, es que eso. Pero te dejas, no... perdóname, quizá lo más importante de todo, que es cuando en España la noticia era patrimonio exclusivo de la agencia e F e y de Radio Nacional, en la cadena Ser se inventa cómo engañar al Estado. Y a la censura, y menos que cantó un gallo. Sí, sí, ver, ¿no? pero, pero ya vamos a hablar porque efectivamente hay que hacer justicia. Yo creo que, bueno,、eh, el elogio debilita, a él no le podemos debilitar porque allá arriba nos va a hacer incluso más fuertes que nos ha hecho aquí. Pero hay un hecho、uh, muy claro que era por lo que yo decía: ojo al dato. La primera vez que te veo delante de un micrófono, me encanta. e <ríe> s Es que el, esto no es lo mío. Y además, yo creo que n o estoy quedando bien porque me emociono y te tiemblan. Bueno, la gente no me ve, pero me tiemblan las manos, me tiembla la voz, me tiembla el cerebro, me tiembla todo. La radio es emoción, Rosalía. Nah,、no, vale, pero no, lo mío no es esto. Pero sí que me gusta lo que ha hecho Luis Ángel de pensar que hay que poner a Manolo en su sitio. Porque es que nosotros, con la publicidad, con lo de prisa que le machacaron, como no era de nadie, ni es de derechas, ni es de izquierdas, ni es de laser. Pues te dan palos todo. Pero coño, si es, que le han, si es que le han ido quitando las cosas a Manolo y nos las han dado injustamente a los demás. A mí todo el mundo me dice, joder, qué éxito, ahora 25, ¿cómo se te ocurrió? Digo, ¿qué coño? ¿Cómo se va a ocurrir? Y y o lo digo ahora porque lo he hecho toda mi vida. Digo, ¿qué coño? Si el, el éxito es de Manolo, que lo pare y que, que me empieza convenciendo a mí. Que le digo, Manolo, era, estamos en el año 82, el boom de la televisión. Digo, Manolo. Yo no, no estoy haciendo nada porque me acababa de ir, vamos, me acababa de ir cinco minutos antes de que me echaran, de televisión española y estaba en la puta calle. Y entonces, el. o y vamos a hacer hora 25, el, como había trabajado en la televisión privada y el señor Suárez n o le dio la televisión privada, bueno, vente aquí y te digo, no, no, l o yo no tengo nada que hacer, hago lo que tú quieras porque me encanta este proyecto igual. Pero a las 12 de la noche no nos escucha ni nuestra familia. a j Luego, ahora mismo me acaban de decir. Joder, qué bonita la sintonía. ¿Cómo se te ocurre la sintonía? ¿Qué coño es que me v o c u r r i La sintonía a mí me la pone Manolo Martín Ferran, que la pare, y el nombre de Super García, que me han dado mide un metro escaso, y e Super García, ¿qué cojones? Y me han dado hostias por la derecha. pues A, a esta hora de la mañana estamos en un horario.、Eh, ¡Hostias con respeto! Yo soy católico practicante, aunque muy pecador. Eh, eh, pero, pero mucho. Mucho. <risa> <risa> mucho más de lo que es, es deseable. Pero mucho menos de lo que es necesario. ¡Ja, <risa> Y entonces,、eh, un buen día me dice: ¿Te gusta esta sintonía?、Y、yo no entiendo de música, pon lo que tú quieras. Y, así, y fue un bombazo. Y, y le, han quitado, le han quitado todo el mérito. Tú.、Eh, es que yo también me emociono, a pesar de que tantas veces me han llamado cabrón y que soy muy malo. Y eso Y uno de los, de los momentos más emocionantes de mi vida, tres días. Antes de encender el pilotito, lo vas a recordar, de encenderse el pilotito de antena 3 televisión, yo, cedí, yo me enfadé con Manolo y decidí no hacer televisión. Javier sabe por qué me enfadé con Manolo. Y me coge Rosalía, me coge por el hombro como hacía, y me dice: Por favor, no le dejes solo. Por favor, no le dejes solo. Vaya. No lo dejes solo. Pero yo me acuerdo, todavía más emocionante es cuando tú te vas de la radio, de la televisión a, a eso, y me viene Manolo a casa y me dice: No podemos dejar al García sin programa. Hay que hacer algo. Fíjate los años que h a c e De、hay. televisión, exacto, sí, sí. Y lo dijo. Y yo creo que la radio a antena 3 nunca se hubiera planteado si no hubieras estado tú. Él me contó、manera. a mí. No sé si fue para, para elogiarme、eh, que Antena 3 me la hacen, la hacen para mí.、Sí. Ellos estaban totalmente reunidos para la televisión privada.、Eh, incumple la promesa de la televisión privada. Y entonces、eh, yo me acababa de ir de la s e r por una de mis ...mi ú l t i m a p e l e a con Pío Cabanillas. Y que todo el mundo recuerda el final del, del programa q u í que me dice Fontán: Bueno,、eh, no se puede hablar del m i s t e r o、bueno, Yo no le dije nada y terminé el programa. Diciendo, señoras y señores, como habrán observado, hoy del señor Cabanillas, ni pío. Y, y, y me fui. Y entonces me llama Manolo y para, hacer, para hacer la radio. Pero es que Manolo ha sido.、Eh, a mí me da pena decir todo esto, porque además he debido de ser, tendría que haber sido un poco más cariñoso con él y h a b e r s e l o dicho a él más veces, porque le han regateado en este país todo, todo, todo. Eh. Me da mucha pena que se ha ido, que ha sido el tío, lo digo no por estar rodeado, el tío más grande y más importante de la comunicación española. Yo lo dije el día del funeral, que éramos pocos, porque además se fue en agosto, estaba, ahora me decía Consuelo Berlanga.、Afuera. Ha sido una constante en mi vida. O sea, yo la primera vez que voy a la radio, estando ya en pueblo, voy con Manolo. La primera vez que voy a televisión, Y yo he dicho,、uh, y ahí estaba un ex gran jefe, el de la televisión que trabajó en la mejor televisión de España, porque no había otra,、sí, a televisión española. <risa> y, era, y, y, y estuvimos con Manolo. ¿Te acuerdas de aquellas 24 horas de televisión española? Claro. claro. Bueno, pues ha sido una, una, una, una constante. Y, y si ella dice que es el 50%, yo creo que hay. Me... Vamos, nunca hemos hecho una c a m a r e d o n d a Bueno, una vez en Avilés estuvimos a punto, pero al final apareció mi cuñada. Pero tendría que haber un. ¿Te acuerdas de Salinas? Sí, señor. 33%.、Eh, Rosalía pero, Manuel. Yo... José, conviene que nos digas qué importancia tuvo esta radio en un panorama radiofónico. No, no, pero es que quiero. Que digas, sobre todo, porque es verdad que la radio giraba en torno a ti, es que eso hay que reconocerlo.、No. Y déjame solamente d、no、e No, no, ahora, pero que no es cierto. Déjame decir t e u n a c o s a h a b í a grandes profesionales, pero cuando ocurría algo, aunque no fuera deportivo,、Bien. ¿quién estaba allí? Por favor. Pero Manolo lo dijo, tú eres la locomotora, pero yo, sin la gente que me ha rodeado. No sería nadie. Es que la, lo que no se da la cuenta. Ahora ya ha pasado. Estamos hablando que eso nace en el año 82. Luis Ángel lo ha vivido. Javier Jiménez、eh, lo ha vivido. Y claro, Rosalía ha, ha sido el 50% del parto. Pero lo que no se da cuenta es. Lo que se reunió allí. La juventud. La pasión. Pero sobre todo. La categoría personal. La cultura. El conocimiento y la profundidad de todo. Tú repasas aquella nómina. Tú repasas después. Fíjate, yo me acostaba a las 3 de la mañana y me iba a las 11 de la mañana porque había una tertulia en el VIC de López de Hoyos. Después, después del programa de Antonio. Fíjate que estamos vivos después del tiempo que hemos estado en el VIC. Bueno, pues.、Eh, el, el, aquella tertulia. Era impagable. Hay anécdotas eh, eh, impagables, impagables. ¿Se i m p a a g b l e s puede contar algún taco?、Mm, sí, es suave, José María. No es demasiado suave. Es recomendable. Pues, estás, ¿Eh? estás en una radio libre. e q u Es recomendable. Pero es que.、Eh... Pues, fíjate, las tertulias como generales, esas fiestas que se hacían, ¿no? esas reuniones, que, porque claro, e r a gente joven. El que no tenía una mujer tenía tres novias. Bueno, en todos los periodistas eran más o menos libres y movían el banquillo con cierta frecuencia. Y entonces, el... una tertulia genial. Alfonso s i a、eh, José María, el micrófono, por favor. Alfonso s i a Vicente z a b a l a se me ha ido el nombre, Santiago tengo... Amón. Santiago Amón. Que es una de las personas más cultas que yo he conocido. e n mi vida. Sabio, muy sabio. Eh, eh, Vicente Zavala era bastante. e a lo mejor Benedito también. Ah, ah, Rafael no, Benedito no, no, también. A, era bastante aficionado y tal cual. Y están hablando. Y Lucía, pues. Bueno, también jugaba de, de delantero. Y. Estaban allí y dice. Y dice. Y la mujer. De. Vicente Zabala, pituca de la Serna, pintora y más, estaba detrás con un bolso que además yo le dije: Coño, llevas ahí un toro porque pesaba e l bolso. Y le dice: Está hablando, la expresión textual no la puedo decir porque es muy fuerte, pero la voy a adornar. Y le dice Zabala: Alfonso, ¿y Alfonso? ¿A ti no te pasa, verdad? ¿A qué hacer el amor en casa? Es como mear cuando no tienes ganas. Y coge, y coge la otra por atrás el bol. No te vayas, José María. Le, <risa> le pigan una. Pues después de eso, la gente estaba horas y horas y horas. Mira, estás e n t a d a aquí con suelo. Un día me, me, lo, lo estábamos recordando ahora porque acaba de ser 30 años. El, el, lo, el, la famosa. Yo creo que fue el primer atentado. Eso, el primer atentado yihadista. El primer atentado. El、eh, descanso. Sí, el descanso. 30 muertos. Y、eh, no le daba paso a l m i e t a total, que empecé el deporte, y digo, ¿qué coño deporte con lo que hay? Nada, no existía el deporte, y estuvo hasta las 8 de la mañana. Pero me jugué el puesto, ¿eh? Y luego, es la, ese es el día eh, eh, que Mayor fue, yo estuve con mi mujer en mi vida, por Doña Neves Herrero. Vaya, por Dios, yo, yo no tenía ni idea, por favor, m o n s e que no sabía nada, <risa> no tenía ni idea. Porque estaba en el descanso. Y yo tenía y yo tenía un. No, no te dejo, Luis. No, no te vayas, espera, que hay que hacerte un homenaje. Te dejo. o y a ha cogido el micrófono y se ha vuelto a te No, viene de ahí y le digo: no se puede dar un muerto sin el nombre. Porque estaban todas las familias. Y viene y lo cojo para echarle un. un rapapolvo, rapapolvo. Cariñoso. Y se pone a llorar. Y sale llorando. ¿Ah, sí? ¿Yo salí llorando? o me a c o r d a b a y o de eso? Bueno, me callo. Pero solo por un instante. Pero s i siempre ejemplo... le he escuchado muy atento lo que él ha dicho, porque realmente hacía grande todo lo que、Pero. nosotras estábamos empezando、Pero. y nos、eh, contagió de ese entusiasmo y esa pasión que tenía él ante el micrófono. Probablemente estemos viviendo el programa de radio más grande de la historia reciente de España.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 Ahora que se acerca el Día de la Madre, os recomiendo regalar una de las cestas que puedes encontrar en Embassy. En Embassy encontrarás cestas de bombones y flores para esa persona tan especial. Visita su página web www.embassy.es y encuentra tu tienda más cercana. Embassy, desde 1931, tu pastelería Delicatesen. Super García en la hora cero. José María García. Muy buenas noches y saludos c o a l e s Eso lo he escuchado tanta gente,、buenas、tantos、noches. años. Y saludos cordiales. Tantos invitadores. ¿Dónde, ¿Dónde está Napoleón? Yo creo que a partir de este momento dejo el programa y se lo dejo a José María García. Ay, ay, ay, ay. No, porque me, es que me pasa lo que... Lo que, que anieves, es e que te pones a llorar. e、no、<risa> <risa> <risa> s es que los que tenemos corazón somos m s y fuertes.、No, y no, además es que me mi, memoria, es、eh, mi memoria es muy flaca porque yo siempre discuto con mis amigos. A mí no me gustan todos esos que te recuerdan cosas, como por ejemplo Luis m a r i a n s o n que te dice, presume de conocer la alineación del Atleti Bilbao del año 50. Digo, coño, <risa> si es que la memoria es el recurso de los mediocres.、Mm. Porque ahora entras en. Y ya te, ¿Para qué coño tienes que pensar? Y demás. No, pero sobre todo es verdad, ahora que estamos aquí, que podemos hablar todos mucha gente.、Eh, primero, poner sobre la balanza una gente. Lo digo por lo que pueda significar de cara a esta nueva casa que me ha impresionado. No la conocía, las instalaciones, gente. Es lo más parecido a Antena 3 que he visto. Gente muy joven, gente muy guapa, gente que tiene pasión. Porque Antena 3 era la historia de una pasión. O sea, a nadie le podías obligar a、eh, Consuelo, Nieves, junto, los técnicos con Luis b a l d u q u e a la cabeza, a nadie les podías obligar a trabajar 20 horas diarias con lo que cobraban. Era, es que era pasión. Y yo diferencio lo que es pasión a ser un funcionario. Y esa, esa era nuestra m a r e r a Por eso,、eh, significaba. Se unen un grupo de empresarios importantes, con poder y con dinero. Javier Godó, Antonio Asensio, que en paz descanse. El talento, la capacidad de un tío conductor, el hilo conductor de todo eso, que era Manolo, y nace lo que nace. Por eso,、eh, si nos están escuchando empresarios, y tal, que, dense una vuelta por aquí, Marqués de Villamejor, número 5. Pero espérate un momento, porque tú estás hablando de dinero. Pero es que tanto asensio, de lo que estás nombrando, ¿cuánto dinero pusieron? Es que estamos hablando de 16, 16 millones de pesetas. Es nada, pesetas. nada para montar el imperio que se montó con a n t e n a Pero tienes que entender, por ejemplo, Javier Godó, que yo no, no le quiero, pero me da igual, no le quiero. Javier Godó le costó muchísimo en Barcelona porque dijeron, ¿y cómo te vas a la física recreativa? Claro, tener en cuenta que era el empresario de la vanguardia y dedicarse a hacer una radio. De FM era como. ¿Tú sabes cómo gran... le llamaba.? a t e vas a hacer de menos? ¿Os acordáis todos de un amigo mío que era el que por las noches、Hombre. atendía a todos mis invitados?、Un、que era Pepín Cabral, e p n a Lamentablemente el... falleció de un infarto. ¿Sabes cómo le llamaba al Conde Godó? ¿Cómo? El Arcayata. <risa> no, pero, pero tenía mucho a r t a Tener、arte. en cuenta una cosa, que es que arriesgó muchísimo. Sí, por eso. Porque la sociedad catalana. le hacían de menos porque se había metido, ya te digo, en la física recreativa. Dice, pero vamos a ver. Y, y, y aún así creyó en el proyecto、sí. y apoyó. 16 millones de pesetas puso Asensio, 16 millones de pesetas、Nada. puso Godó. ¿Os dais cuenta qué miseria? No, pero, eh, eh, eh, pero, pero es que es más curioso. tú Fíjate el milagro de este proyecto, que es que viviendo en Barcelona, en la misma casa, no se podían ver. Por, claro, porque el, el, la lucha en Barcelona entre los dos periódicos que eran dos grandes transatlánticos, que eran La Vanguardia, El Conde de Godó y、eh, periódico. El Periódico de Barcelona. Bueno, todo eso pasó a mejor vida. Por eso digo que si en este momento de la mañana, para que vean que estamos en directo, 6、eh, minutos para las 2. Una hora menos en la Comunidad Canaria. No, 6 minutos no. 13.53.13. Bueno, pues ese funciona mejor que el mío. Entonces. <risa> el, Que se animen, solo primero con la impresión que te llevas. A mí jamás me he olvidado, y es, es más, algunas veces me recreo, porque corro mucho y me voy por ahí. Antena 3, cada vez que paso por Antena 3 el corazón se pone a dos mil... bueno, que era una maravilla. Pero que vengan a esta casa, que vean las instalaciones y que empiecen, que me, me, yo soy plural, que empiecen a ver chicos guapos y chicas guapas y sobre todo. El talento y que luego sintonicen, que además es una sintonía 103.2. Esto es、eh, de forma y manera desinteresada, porque ni voy a trabajar, ya que trabajen los mayores, ni voy a cobrar.、Eh, pero tiene es verdad. Alguien antes nos decía, es que además en el año 82, yo creo que era Elena quien nos decía, en el año 82. Aquella radio marcó una época, y luego Luis Ángel me la vio y decía: Es que hacía falta una nueva radio. Ahora hace falta una nueva radio.、Eh, Rosa, Luis Ángel se ha tenido que marchar. Esta Rosalía.、Eh, yo no quiero ser muy crítico, pero me da pena en lo que se ha convertido esta profesión. Hace falta una nueva radio. Hace falta unos nuevos profesores. Y Hace falta que, los, que las gentes que están en la facultad o que puedan estar en la escuela de periodismo tengan que venir a una, puedan una, a venir a una profesión que sea respetada. Aquí ya se ha perdido el crédito, se ha perdido la vergüenza, se ha perdido la honestidad. Pero claro, estamos en un mundo donde la totalidad de medios de comunicación. A excepción de antena 3 y tele 5, porque no hay publicidad, están en quiebra técnica. ¿Qué puedes esperar de esos profesionales? Es que ayer el país decía: el país cantaba victoria porque s o l o deben 2.400 millones de euros. Hablábamos de 16 millones de pesetas. Bueno, fíjate, la deuda del país: 2.400 millones. El mundo. Entonces. ¿Qué puedes ver? Tú ves las tertulias. Escucha las tertulias. ¿Ves lo, las tertulias de televisión en qué se han convertido? Claro, en cualquier... el mundo civilizado, una hora de televisión es un millón de euros de producción.、Sí. Aquí coges a cuatro, les das 500 euros y que se peleen. Y uno lo pone del SOE y el otro del Este. Bueno, eso, y luego ya lo. Hace falta, Rosalía, ahí hay es e que... s que el problema, tanto de la radio como de la televisión, es que las fórmulas están agotadas. Claro. Y se sigue tirando de lo mismo, de lo mismo. La radio, se sigue haciendo la misma radio que se innovó en el 82. Y eso ya no vale. Porque ni la sociedad.、Pero、perdóname. La misma de... radio, la misma radio, en cuanto al continente, pero no en el contenido. Tú te acuerdas, la lucha mía, bueno, la lucha de Manolo, que era el jefe supremo, y después en la lucha mía. Eh, cuando una noticia no podía ser noticia si no estaba contrastada. De eso hemos pasado. No, ahora no se contrasta nada. ¿Por qué? La realidad te puede estropear la noticia mejor. Sí, pero el problema es de、terrible. ahora es que hemos pasado de un extremo a otro. Y entonces, yo ya sabes que no creo en lo del centro. No voy a votar.、Eh, el centro. Es una cosa, lo de la virtud, el término medio es la virtud, una porra. Pero hemos pasado de que、no、se, se tenía que contrastar todo a que no se contrasta nada. Y es que luego dicen,、eh, tú dices una barbaridad. Dice, bueno, luego ya la realidad lo pondrá en su sitio. Pero ya te has quedado con el San Benito. Estamos haciendo dioses falsos, todos con pies de barro. Y estamos matando a gente muy válida simplemente por se dice, se comenta. Y es que eso no puede ser. Pero eso somos los profesionales, lo que lo tenemos que cambiar. Y los empresarios, esos que tú has dicho que vengan, bueno, pues vamos a poner abajo un puesto a ver si viene. Claro, pero es que al hilo de todo esto, perdona, que viene, viene pi, a colación. Pipi pi, e s t r a d a Sí, b u e n a s、sí. Muy buenas. Viene a colación, a colación de lo que estáis comentando, yo siempre recuerdo aquí lo que decía García: el rumor es la antesala de la noticia. Ahora el rumor es la antesala de la mentira. Es que la, esa es la diferencia. Sí, es verdad, y hay un cambio sustancial, ¿no? Que antes podía s El y... Ha cambiado el sistema、eh, y te lo dice uno que su vida es un accidente. O sea、no. que, entonces, ha, ha cambiado el ah, sistema. Ah, ahora es un accidente. Mi vida es un accidente, García. Vamos a ver.、Ah, hay, atención. Una cosa, hay una cosa que, que yo he aprendido de ti. Yo soy contador de cosas. Yo no he cambiado. Han cambiado los formatos.、Eh, Luis Vicente,、eh, ¿cuántas chicas hay en esta casa?、Eh, espera, voy a contarlo, José María García. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3. La radio bien hecha. En Antena 3, desde el p a l a u Blau Grana de Barcelona, retransmisión en directo del partido Barcelona-Real Madrid. Un amplio equipo de Antena 3 dispuesto para ofrecerles todos los pormenores de un encuentro decisivo para el título de Liga. Adelante, José Manuel Muñoz. Hola, muy buenas tardes, amigos oyentes de Antena 3. Cordiales saludos desde el p a l a u Blau Grana de Barcelona, donde dentro de nueve minutos aproximadamente va a dar comienzo este partido de la máxima, partido importantísimo. En la primera división de baloncesto entre el Barcelona y el Real Madrid. Ambos equipos ya se encuentran en la cancha, efectuando ejercicios de precalentamiento. Pero vámonos rápidamente al túnel de vestuario. s i r o López, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel Muñoz. A nuestro lado, el delegado jefe de las secciones de Barcelona, José María Miralles, y el delegado de las secciones del Real Madrid. No está soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bienhecha. ¿Cómo hemos.? Disfrutado del deporte, todos los españoles con José María García. Yo quiero, por si ha quedado la duda, decía que cuántas ¿Cuál? chicas había en esta casa, que las cuentes y que las tengas a buen recado porque acaba de llegar Estrada. Como ves, la leyenda continúa. Yo siempre he alimentado la leyenda, con lo cual no voy a. Yo recuerdo. Yo Estrada, recuerdo Estrada, Estrada, rec... es tan fiero, García, como no, lo. Yo soy como, yo soy como Ramón Mendoza. Un día llego al avión y le digo, Ramón, que dicen que está saliendo, no recuerdo, con Juanita. Y dice, ¿esa quién es? Dios, no lo sé. Y me dice Ramón Mendoza, ¿está buena? Y yo, pues creo que está muy buena. Y dice, pues no lo desmientas. Pues yo tampoco lo desmiento. Yo quiero que desmienta Luis Vicente、eh, José María, si、sí、es real esto. Yo creo que sí. Que la verdad hay que mencionar a Fernando Soria, Ernesto López Feito, g a s t a r o s e t t i Eduardo Torrico. Ernesto muerto、pobre. Claro, lo sé, lo、Ahí、sé, lo sé. Pero por eso le. Rec... Claro, Andrés Montes. Pero yo quería que me、horrible. dijera si、sí、es verdad. Eduardo, no, pero bueno, pero está, que un día. No, Fernando Soria estaba diciéndote que estaba al, a, a, al, al lado del vestuario y de repente tú le ves por la tele y le. ¿Eso es, es, no es cierto? No, no es、no, e Fue un, una, el, un pequeño accidente. a q u e r i d o Fernando Fernandito Otro, que te no, estoy que, viendo con、claro, es el objeto. No, no, no, no. No, era Fernando, verdad, no, no era Fernando. No, no era no, es Fernando. Era Roberto、no, Gómez. Y José Manuel Estrada, que los dos decían que estaban con el mismo.、Yo、digo, os ¿so、estoy viendo a los dos con el, en la tele. No, no, no mira, esto es.、Pues、para que v e a lo que es, es la fue, leyenda. La leyenda, e s t o fue tal cual, fue un fina, una final de Copa del Rey y yo estaba con pues, Víctor Fernández. Y estaba con Víctor Fernández en el vestuario. Y Roberto dice que estaba con Víctor Fernández el en el campo. Y, y q u el García dice: Roberto. Roberto, la televisión es muy chivata. Por lo tanto, ¿quién está con Víctor Fernández? Y el que estaba con Víctor Fernández yo, verdad, era yo en el vestuario. Y la verdad es que puedo sentirme. Orgulloso de la gente que, que he tenido conmigo porque han trabajado, pero es que no era solo el deporte,、ya. es que era absolutamente todas las secciones de Antena 3, porque fíjate que son aburridos para una redacción normal, que son aburridos los informativos, los, a, a los、eh, ni la redacción de informativos de Antena 3, radio, Era aburrida, es que era un mundo totalmente, totalmente aparte. Era el espíritu de la ilusión, era otros momentos. p e r o n c e s t á b a m o s todos mezclados, todos, porque no, t e n e m o no, no, no, no, no, no, no, no, r o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, s o no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, no, n d no, no, e o no, no, no, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, s o b r e t o d o es para v a l o r a r l o que h i z o no, no, no, no, o n a no, no, no, no, no, s o no, no, no, o no, no, no, no, no, o no, n no, no, no, n Lo escrutas y dices, bueno, ¿cómo este tío ha podido inventar eso? Es que, es que no, no son conscientes de, de l de valor, r v era. d d Pero claro, por, es, es que yo creo que. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú tienes、eh, tres papás con posibilidades económicas, con tres niños pijitos, los mandan a la puerta del sol el lunes y le dan a cada uno mil euros. Y tres gitanitos se van a la puerta del sol con cero euros. El jueves. Los pijos, miren, tiesos y los gitanitos vuelven con 500 euros. Sí, sí, sí, sí, Manolo siempre ha estado. Primero, Manolo. Pa, pa, siempre hay algún pijo que se salva, ¿eh? A lo mejor de los tres, alguno. s Aparentaba ser mayor de su edad. Entonces, el,、eh, siempre ha sido jefe. O sea, Manolo ha nacido jefe. El único sitio que no ha mandado es en casa, que solo mandaba el 5%. n p e r n d u c h e n t a o No, pero tú mandabas de mucho, no tengas tres a d i o s a l í a tiene algo quien, que decir, no s a l í alguien. No, no, el que eso es que mandaba. Esa ¿eh? es una historia. No, eso no es verdad. Y, mandaba、claro. Manolo Martín Ferrán, mandaba Guimeno, mandaba Carrasco. El único p r o b l e s o s í Manolo. Es verdad, casi todas, casi todas las decisiones,、eh, no en el capítulo económico, pero en el, otro, en el otro capítulo, casi todas las decisiones, no es que、eh, las tomara yo, las, las dialogábamos. Pero el que paría, el que paría el invento era él. Solo una vez en su vida me tuve que enfadar con Manolo, que yo creo que eso ni se lo ha contado Rosario, solo una vez me tuve que enfadar con Manolo y amenazarle, le di 15 días de plazo. q u e si no, hacía él mi programa. Es verdad, una vez, vez... dijiste que te ibas, ¿por s e qué? ¿Por q u e q u é t e ha r a t a d o tanto? Porque no funcionaba la mañana. Teníamos un. No, Aunque no era tu problema directo, ¿no? No, no quiero. No, no, es mi problema、favor. sí, todo. Mi problema era Antena 3. Estaba, o sea, mi problema no era los deportes, mi problema era todo. Todo lo que afectaba a esa casa era mi problema. Ojo, pero no era mi problema. Era el problema de Luis Valduque, era el problema de Consuelo, era el problema de Nieves, era el、sí. problema de Ana Luisa, era el problema de todos, porque es que era una familia. Entonces él, me dice alguien: Joder, estás contándolo. No, no, es que era la verdad, pregúntale a ellas. Era la, la, la verdad. Pero, Ana Luisa, cuando estaba en local o cuando estaba en nacional, daba l o mismos p r o b l e m a Y entonces, la mañana no funcionaba. a c a b b a m o s con dificultades de gastarnos más de 200 millones de la época en una super campaña de publicidad. Y el chico de la mañana, aunque venía con experiencia, no funcionaba. El, no voy a decir su nombre, simplemente era un alias cariñoso que lo h a m o s puesto que le llamaban El Mudito. Y, <risa> y no funcionaba. Y entonces yo le dije, Manolo, tenemos en esta casa a un tío que puede romper la radio, igual que la ha roto yo por la noche y la puede romper por la mañana. ¿Quién? Antonio Herrero. Dice, no. No. Manolo se había cabreado con Antonio, por diversas cosas. Y hasta el punto que lo puso. Que Fue uno de sus errores, pero claro, es que los, incluso los sabios tienen errores, pero los, los errores de los sabios son errores geniales, porque pone a Antonio Herrero de inspector de emisoras.、Uh -huh. Inspector de emisoras era ir a ver si el director. Empezaban los directores de Antena Teles a tener coches importantes y tal. Y、uh, aquí hay. Bueno, entonces Antonio lo mandan a hacer i s p e c t o r A ver si el director local había facturado las cuñas de vidas o, o se habían quedado en b a n q u i a l Se habían distraído.、Eh, entonces, auditor, era un d i t o r sea, ¿Auditor? Entonces, claro, como era muy listo y era también un genio, ¿qué, qué hizo? Aprovechó eso. Para conocer todo. Conocía las emisoras locales. Conocía la publicidad local. Conocía todo. Y yo, Manolo. No, no, no. Y y a un día me c a b r e o y le digo, Manolo, el, había salido unos datos malos. Digo, Manolo, te doy 15 días. Si no está Antonio Herrero, si no está Antonio Herrero, haces mi programa tú. Y yo no hago el programa. Y, ni si, y no, alguien puede verlo, coño. Es que tenías mucha fuerza, le imponías al jefe, ¿no? A los tres días, porque además era el tío más cariñoso del mundo, sí. ¿sí? y viene el tío y dice: Oye, ¿sabes una cosa? Lo pensado, ¿no? Que lo he pensado mejor, y yo creo que puede ser una bomba, sí, señor. Creo que puede ser una bomba y tal y cual. Y entonces, pero tenemos que hablar con él tú y yo,、eh, quitarle dos o tres. ¿eh? Y efectivamente. Pero y tú sabes、negación. que Antonio empezaba la mañana en Madrid c i u d a d abierta, pues todos los días buenos días y tal, y un día se le coló, pues yo siempre le decía, Antonio, cada día te pareces más a García, hijo García está haciendo deporte y tú estás haciendo informativos. Y, de, y un día dice, Buenos días, te lo juro,、eh, y saludos cordiales. Me pidió un cabrío yo que estaba en el, el conto y digo, Joder, Antonio, ya si quieres, José María García. Y me dijo, Pues sabes lo que yo quiero ser. Quiero ser el José María García de la información. Sí. El, yo conocí a Antonio Herrero. José María García del Deporte ya existe. Fíjate, yo quiero ser el José María García del Deporte. c i o s o r q e yo con mis padres vivía en General Mola,、uh -huh. porque creen, yo, que la gente cree que yo he nacido en Asturias. Yo soy,、uh -huh. he nacido en Madrid por accidente, pero he nacido en Madrid, en la calle Rodríguez, San Pedro. Pero mis padres se fueron a General Mola. Y entonces en el mismo edificio que mis padres vivía el padre de Antonio Herrero. Que era un tío al que m a n o l o admiraba un, un montón porque fue el director de Europa Press. Herrero l o z a d a por favor. Antonio e r r Losada. La honradez,、esto. la rectitud. Y entonces、eh, Antonio empezó a hacer reportajes en Europa Press. Y cuando yo hacía el famoso partido de la jornada, que unos días os a l í a a hombros o otros días salía hasta cazos, dependía del árbitro, no de mí, pues、eh, fui, a sala, fui, fui a hacer un partido en Salamanca. Y hubo un caso sangrante que un jugador del s a l a m a n que intencionadamente, era Salamanca a t l i c o de Madrid, le parte la pierna, fragua, ¿te acuerdas?、Ah, bueno. Le parte la pierna, pero la pierna partida, literalmente, entonces las espinilleras no eran como las d e un jugador de la leche. Y entonces, bueno, unos gritos d unos l o s y lo montan en una camilla y, eso, y yo me iba con el micrófono. La, y claro, era un, para la radio era un, un momento. Pero, ¡Ay! Pero gritando, gritando, gritando, un tío de 20 minutos, igual. Bueno. bueno, se montó un follón que me tuvieron que meter en el medio del campo del El Mántico, meter una lechera, las lecheras famosas de la policía y llevarme hasta la salida. Y él hizo un reportaje para Europa Press y luego estuvimos hablando. Y, y, y había, él, él era periodista, sentía la pasión, del, sentía la pasión del, del periodismo. Luego hubo que corregirle algunas cosas porque tenía, entonces、mmm, había, tenía, había pasado, como todos, a p r e t u r a s económicas, porque su padre, siendo director de Europa Press, estaba muy justo, etc. etc., y Entonces inventó un programa para recaudar que era el, el, el motor. El especial y, motor en marcha. e x a c t a m e n t l domingo. Claro, yo comentaba yo antes que inaugura la cadena con tal Paco Costas. Y yo la le, cojo la gente. Y le cojo y le digo, vamos a ver, Antonio. Llegaba a la radio a las cuatro de la mañana. Se iba a las dos. Por la tarde tenía que preparar, etc. Manolo, esto, Antonio. ¿Cuánto dinero ganas con esto? Bueno, yo hablo con Manolo. Manolo. Y aquí está su jefa que me diga. ¿sí? Con su dinero era el tío más generoso del mundo. O sea, yo no he podido pagar una vez con él. El más generoso. m e p u d e pagar una vez que me los llevé,、eh, que eran casi novios, a Avilés. ¿Casi el... novios? Sí, sí, b u e n s los niños. c u e s yo, los niños tenía un año o dos, no sé. Bueno, te acuerdas a aquel viaje a, a mi Asturias. Pero con el dinero de la empresa. Y aquí está su segundo a bordo. Era un rata. <risa> no, no, no, yo doy fe porque. Era un rata, pero el rata. Lo... Y tú era... también darás fe porque negociamos contigo unos cuantos contratos、vale. y fueron negociaciones. Uy, ahora、complicado. tenemos que hablar de dinero. Pero también, pero bueno, a, que l yo.、Eh, ti, llegó un momento que dije, no firmo, no voy, no, no vengo. Y dice Antonio.、Eh, dije, y entonces Antonio Asensio dice: Pero vamos a una cosa. Si le hacemos la emisora a él, si no empieza, no podemos empezar. Y Antonio Asensio dijo: ¿Cuánta es la diferencia? 50, 50 millones de pesetas era la diferencia entre lo que yo quería y lo que me ofrecían. Y dice Antonio: Yo las pago. Y no hizo falta, porque desde el primer momento, la publicidad. Pero,、eh, el, hablando pero, de publicidad, bueno, es lo que viene enseguida y unas historias impresionantes. Vamos a saludar a alguien. Que también puede reflejar perfectamente la pasión que en los programas deportivos de Antena 3 de radio se vivieron durante muchos años. Y alguien en esta mesa debe contar también por qué estuvo asustado por José María García <ríe> durante no, varios meses. Sí, pero d a a v í no lo cuentes. Estás escuchando los 33 de Antena 3, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Fundación Telefónica.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 Abandone la lectura. El prior quiere verle. Peor, a o r a mismo, e r e a v e n t r Hermano Julio, d e j i s t e del huerto. Tenemos una reunión. Una reunión, no, no, no. no, no, no, no.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 Si ya acabó, pues ya era ahora. Las dos de la madrugada. El sábado, goma-espuma en antena 3.、Mm, cielo santo, goma-espuma. No sé si podré resistirlo. Sí, hombre, sí.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 A ver, dejamos a José María García que、eh, visite nuestra terraza, que se tome algo para que vuelva después y terminamos contando más. a n é c d o t a s d e este apasionante mundo deportivo. Bueno, Rubén, es que eres tan grande que entras aquí. ¿Cómo vamos? Arrasando. Arrasando, Rubén, amor. Está en forma, ¿eh? Está en forma, Hola, Rubén. Rubén. Hola, ¿qué tal? Estilizado, le veo. Buenas, buenos días. Bueno, si me permiten, como estamos en directo,、eh, no puedo resistirme、eh, contar. que Estamos、eh, siguiendo con sufrimiento la información del terremoto en Nepal. Hay seis, 688 personas muertas por un terremoto que ha sacudido la capital, Kathmandú, 7,9 puntos en la escala Richter. Este balance inicial de víctimas, 688 personas, han sido confirmadas por el Ministerio del Interior. Pues、eh, la información prima siempre, claro, aunque estemos en es un terrible, programa para recordar este、eh, revés. Estamos terrible. hablando de, de muchísimas personas que han muerto y seguramente el número crecerá según vayan pasando las horas. No,、eh. Sí, dice el Ministerio de Turismo nepalí que está informando al exterior y lo cita la agencia Reuters: que una avalancha, al parecer, ha sepultado parte del campo base del Everest, donde además había un buen número de montañeros. En esa zona, al menos ocho personas pueden haber perdido la vida, aunque el balance、eh, todavía no está cerrado. Puede haber turistas extranjeros. Claro, claro, claro. Puede haber escaladores de varios países. El terremoto se ha sentido también en países vecinos, como Pakistán y en la India. El ministro del Interior indio dice que en su país al menos hay trece personas que también han muerto. Estás escuchando Los 33 de Antena 3, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Enseguida con García, su equipo aquí en este programa especial. Pero tenemos una conexión t r a s a t l á n t i c a Sí, la tenemos, ¿no? Estás ahí, ¿no? Solo es a ti. ¿Quién、no. está al otro lado del Atlántico? ¿Quién puede estar al otro Hola, lado del、perros. Atlántico? ¡Ey! ¡Guillermo! Quizás. ¡Hola perros! Pero q u é se. ¡Hola! Pero,、bueno. pero bueno, Guillermo. ¡Hola humanos! ¡Qué p a s a h o l a f i s c e r Muy buenas, de, Guillermo. Es un, viaje, es un viaje en el tiempo,、eh, pero es un viaje en el tiempo bueno hacia el pasado para recordar, pero hacia el futuro también,、eh, porque la verdad es que aprendimos tantas cosas ahí y、sí, seguimos sí, aplicando que, que mereció la pena. ¿Cómo estáis?、Eh, muy bien, Muy b i encantado. e n Seguimos recibiendo amigos y amigas, personas jóvenes que siguen siendo lo que formaron aquel equipo periodístico. e x t r a o r d i n a r i a m en t el Tena r 3 de Radio. Están juntas en la misma silla, en el mismo micrófono. Nieves g u e c o c h e a hola Nieves. Hola, ¿qué tal? <risa> Buenos días. ¿Cómo e s ya? Con Elena Gómez, ¿qué tal, Elena? Hola, hola. fenomenal. Y encantada de escuchar a Guillermo. ¡Guillermo! Hola, cuantísimos años, de verdad. No te oigo porque no tengo cascos, pero Dejane, me da mucha alegría oírte. Guillermo, soy Nieves Herrero. Hola, decir, Nieves. ¿Qué tal estás?、Quería、Muy bien, decir... pues to todavía recordando la bola, que fue magnífica. <risa> <risa> bueno, él se refiere que. En fin, me, me casé y tanto Juan Luis como Guillermo lo que hicieron fue ponerse el velo de novia como si fuera una, una servilleta. Y durante. O sea, no hay ni unas. Sola foto que yo pudiera poner、eh, ahí encima de, de la televisión, porque es que salían siempre ellos dos a mi lado como pajes. Entonces era, era patético, pero bueno, aparte de eso, el mejor reportaje que yo he escuchado en Antena 3 lo hizo Guillermo Fesser envolviendo al mundo con una, no sé si lo recuerdas, con un lazo. Qué bonito. Deje, dejadme,、eh, porque tiene prisa, tiene que ir a transmitir un partido. Pepe Gutiérrez, estás ahí trabajando. Pepe, buenos días. Buenas tardes, buenos días.、Eh, bueno, José María García, se, se coloca los auriculares para escucharte también. <risa> Yo no, lo que, no, no entiendo、eh, estar aquí cuando están lo, los primeros espadas. Nosotros en, en realidad somos、eh, o peones de, de un extraordinario ajedrez o, o, o, en términos taurinos, dirías que somos algunos, peones de brega porque los auténticos maestros los tienes ahí. Bueno, pero tú estabas en el tablero de ajedrez en la parte más combativa, ¿no? en, la que más, en la que estaba ahí la, la vanguardia completamente. Bueno, eh, lo que pasa es que este era un, este era un, un equipo un poco, un poco especial porque el capitán estaba siempre al frente, era el, el que daba primero la cara. Dile algo al capitán, anda, atrévete. ¿Y qué tal?、Pues, ¿Y qué tal? Hola, <risa> Pepe. ¿Cómo estás? <risa> muy bien, ¿y tú? Muy bien, extraordinariamente.、Eh, la última vez que nos vimos ya sé que estaban muy bien y como el fútbol s a l a t a m b i é n sigue respondiendo, pues me imagino que es fenomenal. Y la familia, espero que también muy bien. Todos muy bien, muchas gracias. El, ver, se aproximan、eh, acontecimientos fuertes, fuertes en, en Can Barça, ¿eh? Eh, Bayern de Múnich, Liga, elec <risa> bueno, el, elecciones, el, el, el, elecciones. El primero está a, a muy poco tiempo, porque、sí. a las 4 de la tarde tienen una papeletilla es, en Correa. i Sí, bueno, hay un español Barcelona, pero es que va a ser interesantísimo, pero ya no solo deportivamente, eh, eh, institucionalmente, el regreso de Guardiola a, a, a la obra que él hizo. Y sobre todo, después, qué es lo que va a pasar realmente con, con las elecciones. Porque、mmm, se aproximan unos tiempos importantísimos、eh, en la ciudad condal y en un momento determinado la posición que pueda adoptar el Fútbol Club Barcelona como institución uh -huh, uh -huh.、Eh, ya no en el ámbito deportivo. Sino en el ámbito pura, químicamente político, puede ser ciertamente trascendente. Estamos,、eh, estamos en una situación realmente, yo diría que complicada en muchos aspectos.、Eh, el panorama que se avecina en los próximos meses、eh, a nivel electoral、eh, puede cambiar muchas cosas en, en Cataluña, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el político y en el, en el social. Y por supuesto que en el tema deportivo, lógicamente también va a influir mucho lo que tú acabas de apuntar, es decir,、eh, de qué forma se desenvuelve en la temporada en las tres competiciones en las que el Barcelona está optando a, a conseguir títulos y lo que eso pueda de alguna forma derivar en, en unas elecciones que para el mes de julio están ya definitivamente convocadas. Sí, sí. Bueno, pues、eh, yo por mi parte, nada, sabes que te recuerdo con todo el cariño del mundo. Me encanta cada vez que, que, que has necesitado algo, yo he, podido, yo he podido ayudarte. Y de la misma forma, yo siempre que he necesitado algo en Barcelona,、eh, mi primer mensaje es para Pepe Gutiérrez. Bueno, tú sabes, José María, y, y a estas alturas de la película, ya en la que、eh, muchos de nosotros estamos a punto de cruzar la línea de llegada. Y buscar otros, otras historias. Hombre, nos,、eh... quedan, nos faltan algunos kilometrillos todavía, pero s í sí, sí, sí、vale. Bueno, cuidado porque Y tengo entendido que tú sigues, sigues machacando día a día a los tuyos, o sea que yo creo que te queda todavía mucho camino.、Sí. Pero... Eh, solo me quedan, solo me quedan <risa> dos vicios.、Eh, el confesable, que son los, los puros, y el inconfesable que es correr 15 kilómetros cada día. Por eso digo que a ti te quedan todavía muchas millas.、Eh, yo creo que a estas alturas de, de la película lo que quería decir es que no, esto no puede sonar ni, ni a peloteo ni, ni a nada que se le pueda parecer.、Eh, simplemente reflejar lo que creo que muchos de nosotros, de los que están ahí y muchos que estarán oyendo y muchos que están alrededor o que no están,、eh, todos tenemos que reconocer algo.、Eh, llegamos a esta profesión con una idea, algunos lo conseguimos, fue trabajar con García. Otros,、eh, por distintas circunstancias, no, no lo hicieron en, en determinados momentos. Un hombre que llegó para dignificar una profesión que desgraciadamente ahora está muy de capa caída, y hablo en el aspecto que nos corresponde al periodismo deportivo, ha sido un cambio radical. Parece que la noche desapareció cuando desapareció de las ondas García, y el deporte, el fútbol concretamente, y el deporte en general, y el periodismo también, Eh, creo que, que te echa de menos como te echamos mucha gente a nivel personal y, y familiar. Ha sido padre, amigo, compañero y sobre todo maestro. Y eso no lo puede negar nadie. Y lo he dicho muchas veces y como ahora ya me, a estas alturas me importa un carajo muchas cosas,、eh, creo que en este país se están haciendo demasiados homenajes y hay algo que desde algún punto fuerte y potente deberían iniciar una auténtica campaña de un homenaje nacional A nivel de medios, para, para ti y reconocer lo mucho que has hecho por la profesión y por muchos de nosotros. e r o s o dentro de 20 años, porque yo espero volver. Eh, pero, e r o pero, sí pero, sí pero, señor, pero, la, pero, p e o pero, pero, pero, p e r a pero, pero, pero, pero, e r o pero, pero, pero, e r o pero, pero, pero, e r o e r o pero, p e o p e n o o s e r o pero, e o p e r e r e r o p e r e r o pero, pero, e r o pero, p e r i pero, pero, pero, pero, pero, pero, p e s o pero, pero, pero, pero, e r o pero, o pero, e r o p e o n e r o pero, p e o n e r pero, o p e r e r ¿Mm? Que no tengo, sí, los méritos, los premios periodísticos y demás, sí, pero que no tengo un solo premio estatal. Eh, no tengo medalla de oro al mérito deportivo,、eh, no tengo. ¿La del trabajo? Ni, de, ni del trabajo. No tengo. Es que, eso. Es que, que... Pero claro, porque he sido.、Pues eso, eh, Pero u s eso si agotas un hiperactivo. Un poco un un un poco poco inc poco incómodo. Entonces,、eh, a mí me encanta mucho cuando.、Eh, bueno, medalla al trabajo. Es que h a trabajado 25 años, el coño, yo s 50, pero bueno, no pasa nada. <risa> el. el, el Premios Deportivos, me da a de o r o un mérito deportivo. Bueno, algo hecho por el deporte de este país, entiendo por lo que he dicho y por lo que me he callado. Y. Pero bueno.、Eh, bueno, ya has dado pistas, José María、sí. García. Gran Pepe Gutiérrez, que sabemos que tienes que trabajar. Un abrazo fuerte de todos tus amigos y compañeros de Antena 3 de Radio. Para todos los d e s i g u a l y en especial para ti, José María. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Dejado ahí casi con la palabra en la boca a Guillermo Fesser, que era lo de la boda que nos dejaron pendientes de contar con José María García. No, no, no, no? era lo del lazo y lo del mundo. Lo de la boda ya lo habíamos contado. ...es, es la、eh, Pero José、eh, María no lo h a contado, ¿no? <risa> no, pero Guillermo, si estás ahí todavía, sí,、eh, no. Claro. no sé cuántos, claro, metros, me cuántos metros de lazo le pusiste a ese mundo. Y ese reportaje además、eh, hizo que Hermida, a partir de ese momento, Eh, te diera la, los mejores reportajes porque decía, caray, es que Guillermo、eh, le pone ese punto creativo y original que, que buscaba Jesús Hermida, ¿no? Y, y desde entonces Guillermo、eh, buscábamos algo distinto, nos hizo buscar algo distinto entre la actualidad y ahí estábamos siempre Tú y yo y unos cuantos haciendo unos reportajes que yo creo que no se han vuelto a hacer en la radio. Y servidora, que está Consuelo por ahí también, la Berlanga, que también te saluda. Hombre, qué bueno, Consuelo Berlanga. Fíjate si buscaba. Hola, don Guillermo. Cuando Hola, sea... ¿cómo estás, José María? Cuando sea mayor, quiero ser como tú. El... Fíjate que si. Te está, está, está está, está veces, que te imitaba muchas veces, que lo sepas. Esto... ¿Cómo que me imitaba? Eran genios. Tú fíjate si era original que un día nos llevó. A un entierro y se equivocó de muerto. ¿Te acuerdas? No, era, no, era una no, no, rigurosamente cierto. Con el doctor b e r t r a n Bueno, que el que decía es el doctor, que yo no sé si <risa> es el doctor. ¿no? Sigue、sí, llamándose <risa> doctor. No, no, no le, quedaba una, le, le quedaba una de quinto. s <risa> o l o e s no <lo> que importa. <risa> sí, sí. Le quedaba una asignatura、ah, que, ah, de quinto. Le quedaba una de quinto. ¿Está? Acuérdate,、sí. el, día la, el día que salíamos de un p r o e r a m o a la una y media de la mañana, salíamos, y Pepín Cabral era genial, y entonces、era、le、genial. dolía. Vino a vernos alguien que lo diera la cabeza, y el doctor venía detrás y Pepín Cabral no lo había visto. Dice, y le dice el otro.、Eh, Dile a, que te dé una, dile al doctor que te dé una aspirina y dice, que no es doctor, que es veterinario. <risa> <risa> a mí este no me receta ni una aspirina. Y, esa, y luego otro, la, la frase de guerra de, de Pepines, ni una aspirina me receta este. <risa> Y un día pues vamos a un. Se había muerto uno, no recuerdo quién era, Guillermo. A, era, íbamos a un entierro. No, no sería Bobby de Granet. No, no, no. Era no, Bobby de Granet. No, no, no, no, era otro. Í, íbamos a un entierro, no era Bobby de Granet porque íbamos a un entierro. Íbamos los tres. Y entonces llegamos a un tanatorio que además estaba en el quinto demonio. ¿Ven? Entramos, pues toda la gente dándose con el codo, los goma espuma, García, Beltrán, tal cual. Y era un señor que se había muerto. Y llegamos, pasamos para realizar un p a d r e r nuestro. Coño, es una señora. Anda. <risa> bueno, dice... pero lo, lo que lo agradeció la familia. ¿eh? Ah, bueno. Ese, dice... a, ese, apoyo, ese apoyo de los medios incondicional. <risa> y, y le dice Juan Luis: Es que el, el, el, el doctor había llamado a Juan l u i Dice: Médico. Que o le han hecho un cambio de. o no es. Pues. un cambio ca de s a Todos los salatorios. a b r a z a n d o n o s ¡Qué importante <risa> era! a que f i r m a l o s Y resulta que. ¿Verdad? Era o t r a era, era otro finado que dije. ¿no? Guillermo, soy José Luis Ávila. ¿Cómo estás? Hombre, José Luis Ávila, tú y yo hemos tenido otro episodio、eso、de s es, o Eso también, es lo que te vas a decir.、Eh, que lo p o d í a recordar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Este sí que era el de Bobby de Grané, que s、pues、pasó que se murió Bobby de Grané, de verdad. Y claro, Bobby de Grané, cuando José Luis a v i l a y yo éramos unos lechones, porque estamos hablando de tipos con 20 años, con 21 años, intentando hacer radio, pues、eh, Antonio Herrero nos, nos mandó al velatorio a, a, a retransmitir durante la noche, porque él estaba de guardia. Eh, pues, Qué es lo que ocurría, si iba gente famosa, si estaba alguna personalidad allí atendiendo a la familia, en fin. Total que llegamos, y、eh, encontramos en una unidad móvil de aquellas antiguas que había un teléfono que parecía un, un videocassette enorme con un cable que, enroscado que llegaba hasta el, hasta el coche. Y llegamos al, al velatorio y estaba... No, no había nadie, estaba solamente el pobre señor muerto con unas velas. Y entonces se lo contamos a Antonio y a Antonio, a. impresionante, ningún medio de comunicación con Bobby de Grané, solo antena 3, la radio joven al lado, quedaros ahí toda la noche, por favor. Y, y toda, la, toda la noche con, con este señor que tenía una pinta terrible. Y cuando amaneció, pues preguntamos si a q u e l no era Bobby de g r a n e no había sido nunca Bobby de g r a n e era un, un señor que había, que había muerto de una, una enfermedad、no, un, infecciosa, lo tenían ahí apartado. Y, y entonces,、favor. claro,、eh, como llevábamos、oh. toda la noche velando a Bobby de g r a n e la coincidencia es que Bobby de g r a n e estaba en el cuarto de al lado, con lo cual sí que estábamos velando, un poco apartados, pero velando. Y cuando, y cuando llegó la familia y abrieron el cuarto de al lado, pues ya nos cambiamos y seguimos velando. O vamos, sea,、si、es, el... que también en esto. eres reincidente. Soy experto, soy experto en muertos desconocidos. Pero es que luego llegamos a Antena 3 al día siguiente por la mañana y la familia que se había enterado que habíamos estado mandando crónicas querían tener una crónica, ¿te acuerdas, Guillermo? Y nos、sí. metimos en un estudio a grabar otra vez todas las crónicas pero contando la verdad. <risa> bueno, ay, Guillermo. Ay, ay, ¿qué tiempos? ¿Por qué se recordará Antena 3 de radio? Pues, hombre, yo creo que hay una cosa muy interesante en, en. Bueno, hay dos cosas muy interesantes en Antena 3 de Radio.、Eh, porque creo que ahora no es el momento de mirar para atrás o de c i r qué bien lo hacíamos y tal y qué pena que no se haga, sino es el momento de decir qué escuela más buena para tanta gente que ahora está haciendo cosas gracias a eso, ¿no? Y yo creo que hay dos trucos. Uno. Eh, la ilusión, o sea, ibas a trabajar con ilusión. Ibas a trabajar con ilusión por dos motivos. Uno, porque te daba la sensación de estar haciendo algo.、Eh, Recordemos que también、eh, Antena 3 de Radio se produce en un momento en que en España se están produciendo muchas cosas.、Eh, Antena 3 de Radio es historia de la transición, con lo cual se están ganando、eh, muchos frentes, se están entrando en muchos sitios donde no se había entrado antes. Eso te produce ilusión y también te produce ilusión una cosa muy importante y es que. La, la gente que mandaba en esa emisora te hacía sentir que tú eras una ficha válida del puzzle. Es decir, no es que ibas allí a, a la colocación y a las ocho horas te ibas, sino que tú sabías que un segundo más o un segundo menos iba a repercutir en que esa radio fuera un segundo más adelante o un segundo más atrás. Entonces la gente se dejaba,、eh, como decía la ilustre, la piel en el pellejo, ¿no? Luego, la otra lección la l otra lección es c c i ó n e que había、eh, efectivamente, había un Quijote que es José María García,、eh, de eso、no、hay que explicar nada porque ya、eh, lo sabe él y lo sabemos los demás, pero es que había muchos ancho panzas, y yo creo que a nuestro país、eh, muchas veces lo, lo que le pasa es que lee el Quijote mal, lee el Quijote y solo se queda con, el, con un personaje, como si el Quijote fuera un personaje principal y punto, el señor que tiene creatividad, el señor que se atreve a ir a por los molinos, el, el señor que, que, que se levanta de la cama aunque esté dolorida la espalda y se va a trabajar, pero es que Ese Quijote, sin un Sancho Panza que le peina, que le mima, que le teje el jersey, que le da de comer al caballo y que le prepara la paella, no puede hacer nada. Y entonces en Antena 3 había la sensación de ese Don Quijote, que los americanos llaman Business Plan, que es lo、sí. que hace. de, que, de esos Sancho Panzas, perdón, que es lo que hacen que el Quijote pueda salir adelante, e ¿no? Entonces, esa sensación de, de trabajar、eh, para algo juntos y sabiendo que lo que tú hacías, aunque saliera en la Antena menos o, o más, o aunque ni siquiera saliera en la Antena, iba a repercutir. En que s o que todos queríamos que era Antena 3 fuera adelante, esa sensación realmente es, es irrepetible. Y es irrepetible porque, vuelvo a decir,、eh, muy pocas veces en la historia de España se lee l Quijote con los dos personajes, con Don Quijote y Sancho Panza. Seguimos haciendo muchas empresas solo con Quijotes y solo con Quijotes no se avanza. No sé si se da por olvidado, Macías. Vamos, no, a ver,、no. vamos a ver, Guillermo. Había Quijotes, Sancho Panza y también había mártires del fin de semana que teníamos que dar boletines <risa> <risa> mientras vosotros, me, bueno, en mi caso, me bajabais el asiento. Me prendí en fuego el papel que tenía eso, que leer no, no, no, delante del público. Pero pero eso se hecho... te ha olvidado de decir. d e de A todos, a mí, mira, mi primera guardia en los informativos de Antena 3, la primera guardia que hacía, ya, ya iba yo prevenida. Dice, Ten cuidado con los de coma espuma, porque oye, pero yo creía que tenía que, tenía que tener cuidado porque estaba muy considerado o en sea, la radio, Guillermo, que era Isla Pera en la radio. Y yo ahí, con mucho mimo, ya me acuerdo perfectamente que era un viaje oficial de Felipe González. Y yo solo recuerdo que dije: el presidente del gobierno, solo que me dio tiempo, el presidente del gobierno Felipe González se encuentra de viaje oficial. Era lo que se veía en la radio, yo apagando el fuego、ah, que me habían ah, prendido ah, los c i g l e r o n e s de gomaespuma、ah, ah, en la hojita,、sí. aquella que además se prendía con una facilidad、sí, para mí.、Sí. Bueno, pues de monia, de... Monia, no sería, amiga, no sería amiga, tan porque importante. Porque piel, ¿Cómo que no sería de tan de miedo, importante? Era vaya, muy importante, Guillermo, porque viaje, era mi primera oficial, guardia. A Patricia r o s e t t i Ah, para ti sí, pero. Pero bueno, ¿qué pero hiciste e mundo a Patricia? Pero bueno, pero a vosotros nos lo hizo desde el exterior. Pero a Patricia, en directo, le metieron un mazacote de hielo. De en, en la espalda, espalda yo, yo decía, el presidente del gobierno, Felipe González. O te, pas, te pasaban un calcetín por delante del folio.、Eh, que Aparte, lo de quemar folios también lo hacía Pumares. Que yo me acuerdo en un boletín de madrugada, de las 2 de la madrugada, no, no, claro no pude terminarlo porque me prendió fuego y el, y el, y el folio se quemó. Entonces, y protagonista de la jornada, Carlos Pumares, porque me ha quemado el folio. Ahora, vamos y, a... y, aquí, y aquí se acaba el boletín informativo. Y a los 2 minutos llama Martín Ferrer. Y digo, socorro, ¿qué va a hacer conmigo ahora? Y lo único que, que llamo cuando dice Patricia, te llama Martín Ferrán, y yo socorro. A ver. Y digo, sí, sí, buenas noches. Y me dice, Patricia, hermosa, has hecho muy bien. Pero, Guillermo. Tenía el... licencia para matar.、Sí. Pero de todas formas, el. Y ya para despedir a Guillermo. Hablabas del de e Quijote.、Eh, yo te, te agradezco mucho, pero、eh, yo lo explicaba antes. Es verdad que efectivamente la antena 3、mm, buscan una locomotora, que es García, pero q u era e lo de menos. Esa radio, esa radio era lo que tú dices. Era la pasión, era el conocimiento, era la amistad. Ibas a trabajar contento, ibas a trabajar sí. alegre. Sí, o sea, tú ves ahora que ves a los camareros. A... Yo el otro día tuve un follón con una señora de la. De la hora, estas del género de violencia, estaba con mi conductor y、eh, le estaba echando una bronca. Y bueno, yo vuelvo rápido porque eran cinco minutos y le digo, ¿qué pasa?、Y、no, que esta señora.、No、sé qué. Le digo, mire, señora, usted、si、tiene que sancionar, sanciona. Es una privilegiada. Hay cinco millones, cuatro millones y medio, menos los funcionarios públicos que en Andalucía ahora han sumado 27.000.、Eh, en paro. En paro. Usted tiene trabajo. Pues entonces hay que venir. Bien. Desayunadita, bien duchadita y bien cabradita, <risa> ya p a no c o b r a s e con los demás. Y a pesar de que con su cara hay alguna dificultad, bien folladita, le dice: e e j qué grosero! No, lo que es una grosera es usted. Y entonces, cuando la gente va, hay que ir orgullosa. Yo no he visto un solo alemán que no hable de su empresa, que es la mejor, que está bien pagado. Y en Antena 3, Guillermo, ¿cómo ibas? Bueno, vosotros ibais contentos o lo entierro, pero, pero. No, no, no, no, no, no, no, pero, pero la clave, la clave de, la, de la alegría no es que en la empresa los, los, la gente sea más amable o menos amable, porque una empresa al final es、sí. como el mundo. Hay gente、sí. encantadora y hay un idiota siempre, y hay uno más gordo, y hay uno más torpe, y hay uno más、sí. simpático. Es el mundo. La、sí. clave es que tú tenías la sensación de que estabas haciendo algo interesante、sí. por la humanidad.、Claro. Que estabas haciendo algo importante. O sea, que, que tu vida tenía sentido las 8 horas, las 9, las 14, las 24 sí, sí, que、señor. dedicaras a Antena、sí. 3. Que、sí. no te está estaban explotando, sino que estabas tú aprovechando una oportunidad extraordinaria. Es... Única, pero esa sensación lo que digo yo es que cualquier empresario español actualmente puede hacerlo. Lo que pasa es que,、mmm, tristemente, y, y ahí está la grandeza de Martín Ferrán. Martín Ferrán tiene varias grandezas y varias debilidades, como tenemos todos, pero una grandeza es la de saber decirle a Patricia por la noche: Patricia, has hecho bien. ¿Cuántos empresarios sí, llaman no, no. por la noche a su, a, su, a su empleado de la pastelería de la, de la, del aparcamiento de la, del, del, del, del aeropuerto? ¿Cuántos llaman para decirle: José Luis, estupendo? Eso, eso, eso que es, parece una gilipollez, esos detalles son los que hacen que uno vaya al día siguiente encantado. Es verdad, y dejadme decir,、eh, Guillermo, a mí me dio un jamacuco porque estábamos por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada tal. Y entonces、eh, me tuvieron que llevar, me había tomado siete cafés de aquella máquina que era、eh, terrible, y se ve que, que bueno, me, ya desde entonces tengo una alergia、eh, de estas alimentarias, no puedo tomar cafés. Bueno, pues me llevaron al hospital y me escribió Manolo y me dijo: Mira Nieves, vas a descansar una semana, una carta maravillosa que no la tenía por qué haber hecho y no tenía yo por qué descansar una semana, me dio una semana. Para que descansara de tanto trabajo. Bueno, hemos estado hablando、sí. del, fue, del, del, no、descanso, del descanso de aquella noche moratoria. A ver, las jóvenes, q u i e r o que. A ver, tengo、ah, claro, claro, una pregunta, sí, sí, Guillermo a r e s e l si es、10. verdad, lo quiero confirmar, porque aquí hay un p r n b l e m a de informaciones. Guillermo.、10. Juan Luis Cano me ha dicho que alguna vez andabais、eh, por el ministerio de esas coberturas que hacíais informativas cuando ibais con la móvil, que creo que era un SEAT Panda. En aquel momento、sí. eh, os sí, mandaban、bueno. a un ministerio a cubrir informaciones y os encontrasteis por un pasillo de esos inmensos que hay en los ministerios en los que solo ves a funcionarios leyendo la prensa y cogiendo el teléfono a Miguel Roca. Y le hicisteis una típica pregunta de. Todo bien, el día ha ido bien. ¿Qué, ¿Qué haces guarda bajo la manga? ¿Qué h a s guarda usted bajo la manga? <risa> no, no, bajo la manga no fue、no、un、sí. no, misterio. No, que, lo, que lo cuente bien él como lo yo, cuenta Juan Luis.、Popular. una noticia. A ver, cuenta eso, Guillermo. No, nos, nos mandó Miguel Ángel García.、Pues、nosotros cobrábamos por la, por la unidad móvil 500 pesetas por cada noticia. Entonces, claro, estamos i n t e n t a n d o Que nos mandaran, mandaran urgentemente alguna noticia para cobrar 500 pesetas. Porque ibas juntando y al final, pues te salía la, el, el, el pago. De la, del del alquiler del mes. Y entonces, pues a mediodía García Juez dijo: Bueno, pues os doy, os doy alguna cosa y tal cuando salga. Y salió que había terminado el, el Mundial de Fútbol en España, de Naranjito. Y entonces había una junta, no me acuerdo muy bien, pero algo así como la junta de alcaldes de sedes de donde había ocurrido el Mundial de España. Eh, tenían una reunión para decidir el reparto de los beneficios o, los, o las pérdidas. O los que, no, la noticia era la reunión de s o s alcaldes y la decisión que iban a tomar. Eh, después, una vez que había ocurrido el mundial en España, y ocurría en la sede de no sé qué palacete de no sé dónde, cerca de la Castellana. Llegamos la, al número que nos da García Juez, y en esa sede lo que había era un SEPU, había una tienda de, de ropa de estas de, de todo a 100, y no había ni palacete ni nada. Y entonces, pues muy apenados, muy apenados, no por no encontrar el palacete, sino por estar a punto de perder 500 pesetas. Pues entonces decimos, pues, pues nos habrá d a d a s y s i nos ha dicho 60, serán 64, serán 68, entonces cae arriba. la c a y abajo y efectivamente llegamos dos manzanas más allá, había un palacete. Que ponía no sé qué de la delegación de no sé cuántos, del Ministerio de Marina, no sé qué ponía, una cosa h o r r i b Y entonces, pues tendrá que ser aquí, porque es una cosa muy seria. Y entonces subimos las escaleras, preguntamos al conserje, por favor, la delegación de la, la, los pueblos, no sabía nada ni de p u e b l o ni de delegación, ni del mundial, ni le sonaba nada, y en eso se abre una puerta y sale Miguel Roca y decimos, este, este, este es famoso, ¿no? Este es, este... Porque ya entonces perdía pelo y se le veía un poco a tal, este ya, este es... y dice, dice Santi Alcántara, le decimos Santi Alcántara, Juan Luis c a r o y l o dice, Santi, sí, sí, este es Miguel Roca, este es Miguel Roca. Este es, este es político y tal, coño, político. Miguel Ángel h a c a juez el telediario. Este, este, e s este, este, eso, ¿no? este nos, la paga la paga está aquí. Y entonces, claro, no sabíamos nada de nada de este señor. Entonces、eh, nos acercamos los tres con el micrófono y le digo yo,、eh, señor Roca. Y entonces se vuelve como diciendo, ¿qué h a c e aquí? Una gente con micrófono, que s a más rara y tal. Pero ya se acerca y dice, sí, sí. Y, y digo,、eh, señor Roca,、eh, todo sobre ruedas, ¿no? Y entonces el tío alucina en colores, pero empieza a decir, b u e n o Sí, sí, pues me acabo de, de reunir、eh, con, con, con el señor, ¿cómo se llamaba? El. El Walker, este, e c o n el que hizo la Operación Roca,、eh, con la s gafa.、Ah, sí, II... s Gar Me acabo de reunir con el señor a r r i g u e z Walker y efectivamente hemos decidido que este país necesita un partido intermedio, porque tal, porque Juan, y nosotros alucinando de que dice e s señor. Y entonces determina eso y Juan、Luis、le l dice, ya, ya, pero. pero ¿No se guardará usted unas en la manga, no? Y entonces ya nos dice, pues no, no, no, se llama la Operación Roca, tal, total, e s t á más aburrida, pero. a ver se si Colocamos a ver si se si la l a c c o o Miguel o s a m Ángel. O sea que llegamos con eso, apenados. Oye, Miguel Ángel, esto por favor, aunque sea 350 p e e t a s lo que sea, pero esto, m i se, se, se mete con la cinta en, lo, en, el, en la cabina que había para escuchar y salió. ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Primicia! ¡Operación primicia, Roca en marcha! Unos abrazos allí. Nosotros, bueno, bueno, pues estupendo. Así que así, que, así, así se produjo.、Bueno, bueno, Guillermo f e s c e r Guillermo,、bueno. un abrazo fuerte de todos tus amigos de Antena 3 de Radio. Pues un abrazo, y lo que siento es no poder estar en la terraza con vosotros. Pero、eh, bueno, desde aquí brindaré, brindaré por todos vosotros y por, y por la audiencia de, de entonces, que es la que nos hizo posible que saliéramos adelante. Sí, señor. Claro, beso. ¿Qué ¿Qué le le vino? Vino? Un beso a todos, un abrazo. Una anécdota, una anécdota que venimos retrasando y que tiene que contar Pippi Estrada enseguida. Tengo muchas. a Ay, a s qué g r c i No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3.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 ¿Dormitorios baratos, baratos y con muchas facilidades? Pues como no sean muebles molina. ¡Hombre! ¿Pero cómo es que lo dices tú? Porque dormitorios de matrimonio por 37.800 pesetas y juveniles por 22.800, la verdad. Solo los encuentro mueble en muebles molina. ¡Hombre! <risas> Tardío, pero seguro. o <risas> Se ha vuelto inteligente. <ríe> Muebles Molina, en ancha de capuchino, 1115. Y Avenida de América, 68. ¿Qué es para mi empleabilidad?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 Ser solo una pastelería a una tienda de alimentación y delicatessen. Actualmente, Envasy está a cargo de la tercera generación de dueños, quienes desde el primer día cuidan siempre de su calidad y de su prestigio. Envasy, desde 1931, tu pastelería Delicatessen. 33. 33. 33. 33. 33. 33. 3 33. Bueno, lo había prometido. Eh, Estrada, lo había prometido había prometido contar cómo pasó una temporada, no sabemos si largo o pequeña de su vida, asustado por bueno, José María García. fueron, fueron tres, meses. Bueno, ¿Tres anécdotas, meses. Anécdotas con García tengo muchas. De momento, fíjate, todavía 30 años después, todavía me pongo nervioso cuando estoy a su lado. O sea, que Todavía es, te pones nervioso. Todavía me pongo nervioso. Tengo las mariposas todavía en el estómago. Pero eso es bueno, eso es, es extensión y eso es respeto. Y además, hemos vivido una época, yo creo que fue un equipo irrepetible. La, la, la anécdota, ¿por qué te asustó、pues、mira, José María García? Yo recuerdo, estaba García en esos momentos. De reflexión que él tenía, con los pies encima de la mesa y su puro habitual,、y、entonces yo, José María, yo t e v o y a contarte una cosa. Dice, dime, dice, Miyatovic ha fichado por el Madrid. García me mira, dice, ¿cómo cojones sabes tú que Miyatovic l ha fichado por el Madrid si faltan tres meses para que termine la liga todavía? Y hombre, ¿por q u e lo sé? Se queda así, no me pregunta nada más y evidentemente él sabe que algo hay detrás de eso. Si yo lo cuento de esa manera, y García me mira y me dice, Esta noche. Lo voy a dar. Como sea mentira, te corto los cojones. <risa> Durante tres meses, claro, porque yo tenía, yo tenía lo que se dice, los pelos de la burra en la mano. Porque en esa reunión, uno de los directivos era mi compadre, era el padrino de mi hijo. Es decir, que había ido con Lorenzo Sanz y había negociado con, con m i y a t o v i c y con la gente de m i y a t o v i c Todo eso estaba muy silenciado. Claro, cuando García lo da. Se montó la bomba en Valencia. De hecho, el fichaje de Milatovic se produjo y siguió montándose en las fallas en Valencia. De hecho, Milatovic tenía que ir siempre escoltado a Valencia cada vez que iba con el Real Madrid. Pero,、yes. pero ¿sabes? Es lo que hablábamos <risa> antes es lo que hablábamos antes hablábamos lo con Rosalía.、Eh, contrastabas las noticias. O sea, obligabas a contrastar las sí, noticias. Sí, porque si no, pasaba a q u e l l o Que tenían premio <risa> por muchas cosas porque realmente trabajaban mucho y bien. Y entonces, Antena 3 en una radio pobre. Vamos, no pobre, modesta, no, pobre es u a expresión, trabajaba con dificultades. Hablábamos antes,、eh, por ejemplo, la unidad móvil de, de, de los Goma s Puma era un simple panda, pero bueno,、eh, ellos hicieron un Cadillac n l i m u s e l o a l e m á o Sí, sí, verdad, es n que, que trabajaba con muchas dificultades, eh, eh, con una carencia de medios. Fíjate, está Luis b a l d u q u e Luis b a l d u q u e mide casi dos metros. Sí, sí. Bueno, pues en un 6, ¿qué, ¿qué coche era el p a n d i l l a Sí. No, no, el, luego no era un panda. Primero tuvimos、eh, eh, Zaragoza. For fiesta, for fiesta, a Teruel. Bueno, pues cinco tíos en el mundial del 82. Que además hicimos un mundial casi secreto. Porque ese es el año que empezamos y teníamos 14 o 15 emisoras. Viajábamos. Ahora e ahora es una maravilla con la autopista. Pero tú fijas e lo que era Valencia, Zaragoza. Teruel, Valencia. Había que ir Zaragoza a Valencia, pasando por Teruel. Te encontrabas un, eso, con cinco tíos, incluido v a l d u q u e y los todos en el coche. Entonces trabajó en medios. Pero、um, contrastabas. Y estos、um, se sacrificaban. Y cuando、uh, alguien metía o se equivocaba, se dio una semana a casa. Pero nosotros, ahora hablo en voz de las jóvenes, las que éramos la becaria la, las becarias de la época, <risa> lo l l íbamos grabado a fuego. O sea. <risa> Yo recuerdo la confianza que tenían en nosotras. Éramos gente que prácticamente era la afición que teníamos por la profesión, pero poco más. Y sabíamos que teníamos que sacar noticias, que esas noticias tenían que ser veraces, que tenían que ser independientes, que teníamos que sacar antes que nadie, que era una primicia. Y eso yo creo que luego nos ha acompañado a lo largo de la vida. Pero, pero periodismo puro. Periodismo puro. Lo que hablaba con, con Rosalía. Pero de eso, o q u e hemos pasado? Por ejemplo, en el capítulo deportes, que es lo que estaba. Ahora. Hay pro, pro, programas de esos de televisión el, que hacen tertulias y demás que pagan por que se inventen una mentira. Efectivamente. O sea que el g o m a e s Puma, el pobrecito, iba a los g o m a e s Puma a fabricar una noticia para que le les dieran los 500 euros. No, pero、eh, es, ahora pagan porque es mentira, es, es distinto. Pero es que ni siquiera están, que eso me parece bueno, muy de bien. A, teoría, en ¿no? ¿no? Me, me engañaban mucho. <risa> no, no, no. no, no, no ¿Cómo ¿no? no, me engañaban mucho? <risa> tengo, y me, me tengo que marchar, pero esta anécdota es genial. <risa> genial. Un buen día estoy jugando una partida de mus con mis amigos. Teléfono. Pipi. <risa> Jefe, ¿qué te pasa, Pipi? Estoy jugando al m u s No, es que es urgente. Digo, ¿qué te pasa? Bueno, pues nada, que, joder, que me he liado con la Campos y, y mañana sale la portada 10 minutos, a ver si puedes hacer algo. Y le digo, ¿con la madre o con la hija? Y. Y dice,、eh, no seas cabrón. Y. Ay, Pipi. Y le digo todo lo que le va a pasar. e l momento que vayas bajando tu frecuencia, la calle. Vas a empezar con 6, 4, 3, 1 y con dificultades, y a la calle.、Eh, ¿qué pasa todo eso. Pero antes, un día me llama,、eh, yo quiero mucho a María Teresa Campos, y me, nos invita a una comida en. ¿Cómo a siente con la cabeza?、Eh, a una comida en jockey. Terelu, María Teresa, Monse y yo. Y llegamos, y Pipi no ha aparecido. Yo hablando de a, a, mira, un poco golfo, ¿eh? pero, no, pero es un buen tío, es un tío es asturiano, es un tío sano.、Eh, en su vida tiene una marca que hay que reconocer como que más, no la quiero contar ahora, pero que, es, que habla de, de la grandiosidad, del corazón, de la generosidad. Pero es algo que si conocéis es, os hace llorar. Y el autor de esa obra es él. Y de, lo, de la que nunca se arrepiente y le ha ido fenomenal porque ha sido una de las bazas de la felicidad en, en su vida. Pero.、Eh, Patrimonio. Pero. Me mentían. No sé cómo hacían, pero me mentían. Y entonces no llegaba. Y llama por teléfono. Y se pone t e r e l u No, hombre, tienes que coger aquella carta y venir por aquí y tal y cual. Y me dice t e r e l u v e s qué bueno es? Me acaba de llamar que se ha retrasado, pero que es que no sabe dónde está. Jockey. Y que ahora viene. Y yo me callo. No digo ni una palabra. Y al día siguiente le llamo. Y le digo, oye, hijo de puta. Has estado haciendo 15 años. La comida de los directivos desde Jockey y no había ido ni una sola vez.、No, no, e s el mismo talento que ha contado Guillermo encontrándose con la noticia y la primicia.、Eh, perdón, yo es que tengo una comida pero, grande. No, pero a n s o l o un segundito. Que, que antes, cuando、aquí. estabas hablando con, con Guillermo, comentabas que había muchas cosas que jamás habías contado. No te puedes ir de aquí, José María, sin contar algo que jamás has contado en、antes. Bueno, pero lo de, la, lo de la boda, Juan Luis y Guillermo. Nos ha comentado, le digo, oye, cuenta la neta que lo, de, lo cuente García, que aparecisteis en una boda y os equivocasteis. No, era en un tanatorio. No no no no, no, no, no, no. no lo que, lo que yo Elena, voy, yo voy por otro Elena, lado. lado. No, pero Elena, es que a Elena me ha dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, porque hablaba también de una de las claves que hablábamos con Conselito, de, lo, de la solidaridad que t e n í m o s en a n t e n a t y que además no decías, no, es que esto no me, no me corresponde a mí, es que esto no me importa. No, no. Es que te importaba absolutamente Vas a contar、eh, algo que nunca has contado. No, no,、eh, yo no lo he contado porque eso no soy yo.、Ella、esto me lo ha contado Elena. Resulta que Elena, en, teníamos una. En Antena 3 había una señora, o señorita, no sé, sea joven, mayor, bueno. Del, eh, es que en eso de las denominaciones soy un poco machista. El, no seas antiguo, hombre.、Eh, bueno, por eso, no antiguo, machista, como dice Consuelo. Entonces, Consuelo, Consuelo está enfadadísima. Porque coño,、eh, porque dice que me, me llama te... machista. Que lo eres, que eres un machista, reconoce lo. No, no, no, no. Cada uno arranos, es grande. Porque le dije, hay un antena 3 con unas chicas guapísimas cuando empezaste a h a c e un programa y yo f t e guapísima s e incluso alguna hasta inteligente y se cabría. Se Pero bueno, a lo que íbamos, a lo u e íbamos. Pues resulta que eso, esa s e ñ o a c o n s u e l a consuelo, déjale que lo、no、mando. Ahora, ahora.、Ah, bueno, eh, era, entonces resulta que tenía una y parece que no andaba muy bien de arriba. Y y, y esta chica, Elena, era una becaria. Claro, con todo el temor, con todo eso. Y dice. Y yo no me a c o r d a b o que va esta loca y le dice: Eres una subnormal profunda. Es verdad, es verdad. Entonces, no s a b e s cómo me entero yo, y ella le l l a m a la atención. Yo no le dije nada por miedo, una... claro. O sea, ya, y no sé cómo me entero yo. Cogía a la tía de las orejas y tal cual, y me decía: Es que eso nos impresionaba. Esa, esa era, eso era el, el tema que, que marcaba un poco, que diferenciaba Antena 3. Antena 3 era diferente. Pero todos bueno,、nosotros. pero no nos has contado, José María. Eso es una anécdota que está muy bien y te lo agradezco. Pero yo no quiero que te vayas de aquí sin que nos cuentes algo, una revelación. Pues el día, una revelación. Primicia. Vuelve. <risa> y me voy. El pero antes de irme. Va a salir después de que tú te no, vayas, ¿eh? Antes de irme. Creo que antes.、Mmm, Aunque me parece que ha hecho alusión a ello Javier,、eh, Jimeno, cuando est hemos estado hablando con Rosa y cuando pedíamos los socios p a r a e s t a Radio, yo he cometido、uh, un pequeño pecado de omisión y, y lo he sentido porque estaba aquí m a i Jiménez Parga, una persona importantísima y fundamental en el proceso de creación de Antera 3, al margen de los que ponían el dinero. Fue Manolo Jiménez de Parga y Rafael Jiménez de Parga. Manolo Jiménez de Parga lo ha sido todo en este país, ha sido ministro, ha sido mi abogado, con lo que eso significaba sí, sí. una auténtica maravilla. La, gen、méritos. la generosidad personificada. Pero en aquella época, Manolo buscó, Rosalía lo podría contar mejor, buscó todos los caminos dentro de los vericuetos de aquella antiquísima y farragosa legislación. Para poner en marcha Antena 3 y lo consiguió. No se puede, ni se debe de. Ha muerto hace poco también Manolo, no se puede. Y tanto Manolo como Rafael,、eh, ¿verdad Rosalía? Pusieron. Tú conoces lo, lo que tuvieron que trabajar y lo que tuvieron que hacer. No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha.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 s o ñ a n d o Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bienhecha. Fue en 1982, en la España del Naranjito, el año de la llegada del PSOE al poder, el d e ingreso en la OTAN y el de la primera visita de Juan Pablo II. Pero 1982 será recordado por muchos como el año en que nació una radio que hizo historia. Y ahora, en nombre del Consejo de Antena 3, les habla el presidente de la sociedad, el profesor don Rafael Jiménez de Parga. Las nuevas palabras. a través de estos micrófonos, han de ir dirigidas a nuestros oyentes, La sociedad de Antena 3 Radio se creó el 1 de febrero y los fundadores de Antena 3 Radio fueron las sociedades editoras de La Vanguardia, ABC Prensa Española y Manuel Martín f a r r á n como principales propietarios. Tenían muy claro su objetivo, competir en un medio duro y complicado y hacerlo con todas sus emisoras en FM, algo poco usual en la radio generalista en aquella época más de onda media. La primera emisión de Antena 3 Radio fue el 4 de mayo. El primer protagonista, el rey Juan Carlos. Escuchen nuestra primera noticia. Hoy. 4 de mayo de 1982. Les habla José Cabero, director de los servicios informativos de Antena 3. El rey don Juan Carlos ha recibido a primera hora de esta tarde y durante media hora en el Palacio de la Zarzuela a los 12 integrantes del Consejo de Administración de Antena 3 de Radio. Habla el rey don Juan Carlos de España. Me satisface mucho tener esta oportunidad de dirigir unas palabras a los oyentes de la cadena radiofónica de Antena 3. Una sintonía pegadiza, un buen grupo de profesionales y mucha ilusión eran algunos de los activos con los que contaba Antena 3 Radio cuando arrancó en aquellos tiempos de cambio en los que España encaraba la recta final del siglo. Y una parrilla de programación que en los siguientes años marcó una época en la radio española. Ahí estaba Viva la Gente, p o l v o de Estrellas o los 33 de Antena 3. Por allí pasaron Mayra Gómez Kemp, Jesús Hermida, Carlos Pumares, Miguel Ángel García Juez, Ana Rosa Quintana o Concha García Campoy. ¡Viva la gente que concursa! Con Mayra Gómez Kem. Pues nosotros aquí en Antena 3 Madrid seguimos jugando nuestros juegos y nuestros concursos, son muchos, variados. Amún llama a su puerta. Llegaron las fallas, estamos en fallas, vivan las fallas. Pues e s t o i s viva la gente, y son 15 minutos después de la hora y puedo empezar a contarles algo por lo serio o por lo cínico. Y también estaba Motor en Marcha, de Rafael del Cerro, por ejemplo, que empezaba con esta sintonía. José Ramón Pardo nos hizo vivir el sábado, Goma Espuma nos hizo reír y recuperó la mejor tradición de la radionovela, a su manera. Antena 3 de Radio Sociedad Anónima presenta. Cándida. Sí, dígame. Oiga, ¿eh? Sí, dígame buenas noches. y l a candidar, por favor, de que se ponga la señora, por favor. No se puede poner en este momento, ¿eh? Goma Espuma nacieron, crecieron y se hicieron famosos en Antena 3 Radio, gracias a su desparpajo, sus personajes y sus gags. Pero los 80 también asistieron a la madurez de la información deportiva y en la radio una voz iba a marcar un antes y un después en la forma de contar el fútbol o el ciclismo. Buenas noches, señores. Saludos cordiales. 12 horas, 9 minutos. Perdón por el pequeño retraso, pero hoy ha comenzado nuestra jornada laboral a las 8 horas y 30 minutos. José María García tomó la madrugada a ritmo de Simple Maence en Super García en la hora cero y comenzó a forjarse la leyenda. Fue uno de los profesionales más populares de Antena 3 Radio y se ganó fama de combativo, crítico y de periodista sin pelos en la lengua. Pero el equipo de deportes de Antena 3 Radio era mucho más amplio y en él participaban profesionales como Javier Ares, Pipi Estrada, Andrés Montesiro López o Gaspar r o s e t t i José Manuel Muñoz y Gaspar r o s e t t i Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales desde nuestros estudios centrales. Saludos, José María García. Saludos, señores oyentes de Antena 3. En efecto, en directo desde el estadio del n o u c a m de Barcelona. Si los deportes eran parte del éxito de Antena 3 Radio, los informativos también ayudaron a marcar la diferencia. El primero de la mañana fue, sí, el primero, el que comenzaba a las 6 de la mañana, al frente del cual estuvieron Antonio Herrero, Manuel Marlasca o Hilario Pino. Antena 3 era información de la mañana a la noche. De la mañana. Antena 3. Antena 3. Hora 0. Y así, transportándonos en la hipnótica música sintetizada de Joel Fagerman, nos adentrábamos en la hora en la que la información era más reflexiva. Era la del comentario, la de la tertulia. Y es que el programa a Hora Cero, dirigido entre otros por José Luis Balbín, puso su granito de arena en ese formato radiofónico que se consolidó en los años siguientes. Como Balbín coincidieron con tertulios como Federico Jiménez los Santos, Pablo Sebastián o Luis Herrero. Una década después de su creación, Antena 3 Radio se convirtió en una de las grandes cadenas españolas, con un gran éxito de audiencia. Pero justo entonces empezó el principio del fin, con el desembarco accionarial y de poder de su gran rival, el grupo Prisa, propietario de la cadena Ser. A través de sus alianzas con el grupo Godoy, en los dos años siguientes, Prisa consiguió hacerse con el control de Antena 3 Radio. Fueron tiempos difíciles, de cambio y de muchas despedidas. Se despedían sí algunas de las voces más importantes de la cadena. Hoy. He decidido poner fin a mis diez años de presencia en a n t e n a 3 r a d i o Gracias, gracias, hasta siempre, o hasta la semana que viene, que ya veremos. Si para entonces no estamos aquí, que nadie les engañe. Termina Polvo de Estrellas, t o n c e s En Crónica 3 ha sido todo por nuestra parte. Ya saben que esta emisora cambia de contenidos desde pasado mañana a domingo y desde entonces ya no nos van a poder encontrar en este rincón del Dial. Buenas tardes y hasta siempre. Agradecimiento a todos los oyentes en los cuales, insisto, este programa negro ha sido posible. Yo creo que más que ir a el sábado, t o d a v más se g i r o a los oyentes y vamos a despedirnos con una canción optimista. Con ese, los amigos seguirán siendo amigos de q u i Antena 3 Radio consiguió muchos amigos, más de 3 millones, que fueron los oyentes que le h a b í a llevado a liderar ya el ranking de audiencias del EGM en 1992, superando a la cadena SER. Una vez absorbida por PRISA y otros accionistas, en junio de 1994, Antena 3 Radio desapareció como tal y se transformó en una emisora de música clásica, Sinforadio. Esa también dejó de existir un tiempo después y sus frecuencias fueron repartidas entre diferentes emisoras de PRISA. Durante años continuaron los litigios, habló de antenicidios, inició la guerra de trincheras radiofónicas, hablaron los tribunales, pero los micrófonos de Antena 3 Radio quedaron entonces en silencio. Su legado, sin embargo, sigue perviviendo. Fundación Telefónica con los 33 de Antena 3.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 Y las risas es la alegría contagiosa de quienes hicimos Antena 3 de radio. Y bueno, nos hemos hecho una fotografía que estamos e s t u d i a n d o en las redes sociales en nuestra terraza, ¿verdad, Maite? Sí,、guapos? En nuestra terraza estáis todos eh, guapísimos. Eh, los que e s t á b a i s en Antena 3 y los que estamos aquí ahora en Capital Radio compartiendo con todos vosotros、eh, esta fiesta.、Eh, una fiesta en la que la terraza, si a alguien le interesa porque está muy, muy, muy bonita,、pues、se ven las fotos. Ven las fotos、eh. Es una terraza que nos ha decorado el Centro de Jardinería Peñotes. Y también Carmel Decoración Floral. A los que le gusten pueden entrar en la página web, flor, web florescarmel.es, que es la, la empresa de Ana Luisa del Palacio, de nuestra, de compañera, nuestra compañera Ana Luisa, de una de esas、eh, voces maravillosas de las que estamos、eh, aprendiendo estos días muchísimo. ¿Se están acabando las cervezas ya? Es que no, están, no duran nada.、Eh. Es que las cervezas sagradas están、eh, muy buenas. <risa> ¿Las habéis probado? Una con, una con premio Estrella Michelin. Yo quiero una de esas, pero esa creo、programa. que es mejor que acabe el programa y luego ya me tomo una U2.、Eh, <risa> en nuestra locución, notas que lo he m o s t a d o ¿Cuántas、Estamos、horas、buenas. de maratón llevamos de 33 a Antena 3? Vamos con la sexta. Cinco. La Oye, cinco y y no se, no se. se acaba de marchar Jorge Ron, nuestro hombre del tiempo, y no se ha sentado aquí. No pues, me lo puedo creer. Vamos con la sexta: 33. 33. Nice. <laughs> Y la cerveza hay que acompañarla de un buen canapé y como en todo encuentro o reunión, pues no puede faltar eso, algo para picar en estas、eh, ocasiones tan especiales. Y aquí recomendamos Envasis, ya sea para el desayuno, para el cóctel, para comida o para la cena, pues porque con Envasis seguro siempre acertamos. Podemos visitar su página web, Envasis.es, recuerden con dos S's y、e、y, y descubrir la amplia gama de productos que nos ofrecen para cualquier encuentro Envasis, que desde 1931 es nuestra pastelería delicatessen. Oye, de verdad. c ó m o está de bueno todo lo que e s t á a h í qué r i c o en serio y lo, de y de lo bueno de, lo bueno de toda a n a Luisa Ay, es que es、sola. light. Ay, bueno, no lo sé, da igual, o sea,、mmm, q u é rico de verdad. ¿Dónde estamos? El primero de la mañana, antena 3. El primero de la mañana. Bueno, quiero dar una muy cordial bienvenida a Cristina Pequer. Pues sí, muchísimas gracias, porque desde luego me ha hecho una ilusión encontrarme con todo el mundo, ver el ambiente que me recuerda muchísimo a Antena 3. Incluso cuando abren los micrófonos y estamos hablando, es como revivir Antena 3. Que te calles, que estás en el aire. Ay, perdón. Maite Carratalá. Hola, Maite. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Emocionada. Llevo toda la mañana escuchando y no he podido resistir venir. He soltado a mi hijo en un parque y he venido.、Eh... Pero solito. Eh, con amigos,、ah, <risa> pues detrás del primero de la mañana, además de Antonio Herrero, que ha sido la persona de la que ya hemos hablado mucho esta mañana. Bueno, deja de tuitear, Rafa Cerro. No, no, es que pita solo y está sin sonido. <risa> ha estado Pilar Vicente, tantos años, con nosotros、vale. trabajando. Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas, qué envidia que no estoy ahí, por Dios. Estamos echando de menos, c h a m o s mucho de menos. c l a r q u i é n e s tenemos ahí? ¿Cris? ¿Está Olvido, Olvido Macías también. n c o l s t á s p a r i、no, p i l i ¿Qué t a l c ó m o、no、estás? ¿Cómo t á s ¿Cómo s e t t i h o l a m a r i p i l i ó m o e t a l t e n e m o s e l c a f é c o m o n o e s t a b a c a r l o s p u m a r e s Aquí e n c a r n e m o r t a l n o hay c a f é e s o q u e est e m o s d e n t r o d e l t est est est est e s u est est est e s a est Hay una enorme cantidad de compañeros de, de antena 3 de radio. ¿Qué recuerdas tú de los años en el primero de la mañana, Pilar? Ay, Dios mío, es que ha sido vida, como la vida de todos. Ahí nos hemos formado todos y es. Yo, quizás, fíjate, al cabo de los años, con tantas cosas que ha hecho uno, pero quizás lo más importante haya sido eso. Por el momento en que nos pilló a todos, que éramos jóvenes con muchísimas ganas de, de aprender. Y que luego al final eso fue una escuela para todos, evidentemente. ¿Cuáles fueron porque los, porque los yo momentos? Recorda que, que todos éramos muy buenos. Recuerda, recuerda algunos momentos especiales, por alguna razón. Ay, no, no sé qué decirte, es que han pasado tantas cosas. Si no, te los lo digo yo, sí, cualquiera de los que estamos aquí. Sí, sí, ay, no sé. Cristina, muchos... venga, Cristina, ayúdale a Pilar a recordar. Del primero de la mañana. Bueno, atentados, d e j a r m e Atentados. Muchos. Y además no nos pillaban、oh. todos cerca. O sea, tuvimos no, no, sí. suerte, sí. entre comillas, hasta para eso.、Ahora、o s sea... a n a fíjate ahora que dices esos atentados. Yo recuerdo el de la Plaza de la República Dominicana, que eran 14 guardias civiles que murieron, 14 chavalitos s El, el de Irene Villa. Miguel Ángel、eh, Blanco. A、camión. ese fui la primera en llegar. Me quedé dentro del cordón policial, ya nadie más pudo entrar. Y aquí yo la, la impresión que tengo, además, luego me lo decían los compañeros. Que recogían la metralla en bolsas de plástico transparente y los pedacitos de los pobres guardias civiles en bolsas negras. Y yo me acuerdo que estuve obsesionada todo el día, cada vez que entraba me daba paso d o r m i r entonces, porque ya habíamos acabado el primer de la mañana. Él estaba haciendo el t r a m o del de magazine. Todo el rato repetía lo de las bolsas, lo de las bolsas. Y yo digo, qué bruta, qué bruta contando eso. A los pocos días lo, lo pasé fatal, porque luego reposas un poco lo que has hecho y dices, Dios mío, cómo has estado ahí contando lo que has contado. Pero claro, vas、ah, y lo cuentas. ¿eh? e n la República Dominicana, Pilar, ¿te acuerdas? Tembló、sí. la radio, era al lado. Era Hombre, ¿y la、si、tembló yo、A、que、Valentina. estábamos haciendo、sí. el programa? No, Dominicana. Claro, estábamos, publica, no, ese fue otro, ese fue otro en la Plaza de, del Verde. Efectivamente, ahí y l l a d de... de... de... de... o que... del paso sí, sí. elevado. Sí, un digamos, compañero、salió. nuestro, Oscar Guillén, ¿os acordáis de Oscar sí. Guillén? Sí. Salió c o r r i e n d o a atender a, a los. No, y sí, a llegamos a... yo llegué, digamos, varios llegamos antes que la, antes que la policía、y、se rompió y que toda la cristalera de o p e n o s Y empezamos a imaginar que eran muchos muertos por la cantidad de sangre que caía. Pero esa era la del 9 Eso fue en el 93. 93 y algo, sí. Sí, 93. 21 de junio del 93. ¿Qué pasa? Patricia, ¿qué Morión, a t r i c i a Ahí ya no estábamos los primeros que nos habían represaliado, c h i c o No, pero es que. Yo vivía al lado y me entró la onda expansiva en casa. Ah, madre mía. Sí, pues ahora que d e c i r lo de las bolsas de al, de. al pie de la noticia. Lo de las bolsas de plástico, para que los oyentes de, de Capital Radio se den cuenta cómo funcionábamos en Antena 3.、Eh, no sé si os acordáis del atentado que hubo contra un avión en el Monte Oiz, en Bilbao. Sí. Y María López Bravo, e t o e x a c t o y nunca se llegó a, Bueno, yo he dicho、pues、atentado, at,、eh, accidente, llámalo X. Y a mí me mandaron a, a Barajas a intentar conseguir la lista de pasajeros.、Mm. Y cuando iba de camino a Barajas, me dicen: Mira a ver si van a poner algún avión para, para que vaya gente hacia allá, hacia, a cubrir la noticia. Vale, bueno, yo lo miro. Cuando llegué al aeropuerto, oye, que sí, que hay un avión que va para Vitoria y, y que bueno, van a intentar acercar a la gente. a... Pues métete en ese avión. Yo, vamos a ver, que yo voy vestida de calle, que he salido de mi casa <risa> hasta mañana. <risa> da igual, métete. Y yo me tiré dos días en Bilbao con la ropa que llevaba puesta y, y en el Monte Oiz, efectivamente, donde llegaban la carretera. Donde llegaban los helicópteros, donde llegaban los coches de la funeraria, donde llegaban los camiones, ahí iban subiendo del valle donde había caído todos los restos del avión. Iban subiendo los restos de, de las personas en bolsas de plástico、en、también,、bolsas. ¿no? c y, y yo estuve impresionada porque luego iba por la calle, entonces no había los contenedores que hay ahora, ¿no? c Y entonces dejaban las bolsas de plástico negras en, en las aceras, ¿no? Y yo, uf, cada vez que veía aquello, me acordaba del otro, o ¿no? Sí, sí, sí. Es a o p a r e c i d a esa sensación、exacto. tenía yo. Además, te, tenía la imagen, fíjate que fue tremendo. De un chiquito con ojos azules, rubio, parecido, fíjate lo que son las cosas, a Juan Luis Cano. Era jovencito, muy jovencito, ojos、eh, azules, rubio. Y que empiezan a mover el cadáver, y aquello se desintegró, el pobre chaval se、mm, desintegró, y eso se me, se me ha quedado a mí toda la vida grabado. Y luego pasé una semana horrorosa, horrorosa, pensando en el chaval aquel, pensando en todos los jóvenes que habían muerto allí, que eran todos chavales jóvenes de. de ¿Cómo se llamaba esto? De la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil.、Uh -huh. Y fue, fue horroroso. Y lo de las bolsas a mí me tenía loca, me tenía loca. Para que vean pues, que, que, todo, que todo tenía su contrapunto, ¿no? que nos lo pasábamos muy bien, que había mucha ilusión y mucha diversión y mucha juventud en aquella radio, pero hicimos frente también a momentos muy duros muy duro,、sí. que también nos marcaron un poquito a, a todos. Fíjate, ¿me ¿sabes me que me estoy a c o r d a n d o de cuando íbamos a hacer las conexiones? Que claro, íbamos a convencer al vecino de turno. A que te dejara usar el teléfono. Si no conseguías convencer al vecino de turno, de turno, tenías una bonita cabina telefónica, metías la moneda y justo cuando te daban paso en el boletín, saca. c o n Clon. Se acababa el tiempo. Pim, pim, pim, comunicando.、Ahí、Pilar Vicente, te mandamos un abrazo muy fuerte desde este programa qué especial. ¿Qué vídeo me d a i q u é d e o me dais? Te e a s de m e n s que sepamos que qué. Es una cosita muy breve para un ¿Qué? poco para de realimentación nuestra. Yo、eh, no he podido acudir porque estaba haciendo, estoy preparándome, en fin, reciclándome, haciendo un máster de comunicación y de marketing digital. Bueno, entre las muchas lecciones. ¿Pilar? La universidad está el caso de Antena 3, Radio. Se, se estudia en la universidad Antena 3, Radio. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Un beso muy fuerte, Pilar. Un beso a todos. Un beso, Adiós. Pilar. Adiós.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 No estás soñando. Escuchas los 33 de Antena 3, la radio bienhecha. Le llamábamos Oro Sociedad Anónima en aquella radio y no le importaba. No le importaba nada. Su apellido era Orosa, José Luis Orosa. Director de programas de la primera Antena 3 de radio y hoy tenemos n o u t n t i c o Honor y un lujo poder recibirle en este maratón radiofónico que estamos dedicando a los 33 años que han pasado José Luis desde que naciera Antena 3, como si fuera ayer mismo. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, encantado de veros. Estoy. Cuando he entrado en el estudio he visto todas estas caras jóvenes, a pesar del tiempo que ha pasado. Muchas gracias, muchas gracias. Gusta, ¿eh? <risa> <risa> Nosotras te vemos guapísimo, sí, es verdad. No han pasado 30 años. No. <risa> pues me h e l l e n a d o de alegría, aunque para mí、eh, hablar de antera 3 no es fácil, como algún amigo y compañero sabe, ¿no? ¿Eh? Sigue siendo, a pesar del paso del tiempo, un episodio doloroso. Sí, ¿Eh? ¿se te ha quedado un dolor? Pues sí, todos tenemos nuestro carácter, ¿no? Y aunque todos vivimos con enorme intensidad aquellos años, fueron unos años en los que se juntaron. Pues,、eh, en gran sentido de la libertad, de ilusión,、eh, pues, aunque todos vivimos aquello como una experiencia vital, no solo como una experiencia profesional, pues todos tenemos、eh, también cada uno su carácter y sus sentimientos. A mí, este tema no me resulta fácil, no, no me resulta fácil, lo reconozco. Por eso agradecemos mucho que、Vamos. haya sido valiente. Y estés con nosotros. Bueno, esperaba que estuviese arropado. Muchas gracias. <risa> Porque estamos removiendo todas las emociones. Las buenas y las malas están juntas. Olvido. Mira, yo quiero recordar, cuando yo empecé en Antena 3 fue en Sevilla. Y yo recuerdo que tenía que estar haciendo local, el regional, todo en la vida. A veces no podía ni redactar y lo pegaba, cogía recortes de periódico, lo pegaba en un papel y así lo leía. Y recuerdo que e n t r e esos nervios cuando me decían a entrar con Madrid. Era horrible. Y me acuerdo una vez que me equivoqué mucho y me puse muy nerviosa. Y rápido me dijo mi director: Es que ha llamado a Orosa y ha dicho a esa niña que no entre hasta que no se equivoque más. Y yo tenía un miedo horrible a Orosa. Pero cuando le conocí en persona dije, pero Dios mío, ¿cómo le puedo tener miedo a una persona tan achuchable como José Luis Orosa? Sinceramente, a veces uno piensa las cosas que son de una forma y no. Bueno, las personas hay que conocerlas. Nos conocimos, tuvimos tiempo para conocernos, ¿no? Con nuestras、eh, virtudes y nuestros defectos, claro. Yo, por ejemplo,、eh, que me dediqué más que nada a la gestión, pero a pesar de mi pasión por la radio. ¿Eh? Que he tenido y que sigo teniendo, porque por ejemplo, yo posteriormente a, a aquel desastre yo monté un despacho de consultoría en radio, o sea que siempre he sido vinculado a la radio. Pues no, no tenía el suficiente descaro o desvergüenza para、eh, trabajar ante el micrófono, ¿no? me costaba, ¿eh? aunque disfrutaba mucho con los comentarios y con los programas de opinión, pero me resultaba complicado. ¿no? Y claro que no es fácil actuar ante un micrófono. Tienes que estar dotado, ¿eh? y la gran mayoría de todos vosotros estabais, aparte de una gran formación y la ilusión que todos teníais, pues la mayoría tenían un gran descaro, y es una de las, vale, grandes, virtudes, una de las grandes virtudes que hizo grandes éxitos de los programas de radio que hicisteis, claro. Parte de vuestra、eh, formación y vuestro talento, claro. Es verdad que lo del descaro, yo recuerdo a Antonio Herrera, me acuerdo a Antonio Herrero, perdón, es que tengo ya confusión con los Herreras y los Herreros, pero en r e n Herrero solo hay uno. Es verdad, me acuerdo a Antonio Herrero que me mandó cuando Hernández Mancha lo e l i g i e r o n secretario general del Partido Popular, me dijo por la mañana: tienes que ir a la puerta de la casa donde está, que era la casa de su tío Hernández Gil, tienes que ir y tienes que l e v a n t a r l o de la cama y se tiene que poner. Yo, Dios mío, a las 7 de la mañana en una casa que se han acostado tarde, qué vergüenza en el Paseo de Rosario. Sale, pi, pi, total.、Eh, al final no se puso una desmancha, entró su tío hablando de lo bien que estaba y lo a gusto, pero claro, la vergüenza era tan grande y tenías que echar tanto descaro porque yo era muy tímida y eso me, era horroroso para mí. O cuando Carmen Martínez b o r d i ú、eh, venía, no me acuerdo de qué país, porque se había muerto el ex marido, Alfonso, y, y yo, me dijo Antonio: No vuelvas si no le preguntas algo, que no sé qué. Todo el mundo cayó allí en el aeropuerto esperando que esa mujer de luto pasara, y yo. Carmen, se lo has dicho ya a tu, a, tu, a tu hijo. Y la otra, la pobre señora, no, todavía no.、Y、Herrera, er, perdón, Herrero, Antonio. Muy bien, muy bien, olvido yo. Dios mío, mi madre me va a matar, mi padre me va a matar por fresca. Bueno, bueno. Pero eran esos momentos que tenías que sacar de ti decir: tengo que dar algo, aunque sea mínimo. Porque soy periodista y porque esta empresa me lo, me lo pide, yo tengo que hacerlo porque me sale el alma. Hay descaro, hay de, había descaro no solo en los periodistas, sino también en la extraordinaria habilidad que tenían los técnicos. Porque decir la palabra, el nombre y Apellido Julio Menayo entre nosotros. s b r e u e n o ¡Le hacemos la hora! a <risa>、oh. j u l i o Menayo! <risa> Hola, Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ya ves cómo te queremos todos. Oh, madre mía, como es que vamos, me s a l t a l a l á g r i m a de verdad. No, no eres el único, <ríe> Julio. Aquí hay una cantidad de amigos y de gente que, por suerte, seguimos viéndonos de vez en cuando. Y cositas de estas, pero vamos, este todo programa que estáis haciendo、eh, merece un, un algo, no sé, un premio. Pues <risa> es un、eh, premio indiscutiblemente. Homenaje que debe ser absolutamente extensible a los técnicos que formaron parte de Antena 3 de Radio, que hicisteis cosas increíbles. Bueno, imposibles algunas.、Eh, bueno, bueno, nuestra tarea era de que nos mandaban a hacer algo y, evidentemente, de lo que se trataba es、eh, de que se hiciera. El cómo daba igual. <risa> Con lo cual, pues siempre. <risa> Eh, una vez que ya estuviera hecho,、eh, evidentemente procuramos hacerlo lo mejor posible con los mínimos medios que teníamos dentro de los grandes medios que había, porque en la t i n a l 3 no faltaba absolutamente nada y fuerza de voluntad para hacerlo, evidentemente.、Eh, yo creo que llegamos a un acuerdo y yo creo que fue、eh, muy bueno todo el tema de trabajo que hemos hecho. Hemos conocido, hemos conocido mundo, hemos conocido gente y sitios y, y en sitios. Que evidentemente, si no hubiese sido por la radio, no hubiésemos conocido nunca. Es que, es que hay que darse cuenta. Julio, buenos días. Soy Ana Luisa. Del Palacio, efectivamente. Hay voces, hay voces que no se olvidan todavía. Es que, es que hay que ver los, los pandas, el j u g o que les sacamos. Nosotros, las unidades móviles de Antena 3 al principio eran unos panditas, con sí, los cuales podías ir al fin del mundo, pero, pero claro, tenían también sus limitaciones, ¿no? Pero, ¿y cómo manipulabais aquellas cajitas? Empalmabais un cable, el otro conectabais con una farola, con no sé qué. No, espérate, que me voy a subir a no sé dónde para ver si aquí hago masa sí, o hago antena que, o hago no sé qué. De lo que, de lo que se trataba era de que cuando tenías en paso tú hablaras y、si、se escucharas. Exacto, y casi siempre lo conseguíais.、Eh, La verdad es que eres poco menos que magos.、Eh, hacíamos lo que podíamos dentro de todo lo que s a b í a m o s Sí, sí, es verdad. Es ¿Os es verdad. acordáis del laboratorio de Pepe Garrido? Le mandamos、es、un abrazo sí, que e s t á Está recuperándose un poco pachuchillos, no habría estado aquí seguro. Qué pena.、Sí. Yo es que, mira, tengo hoy. Yo trabajo ahora en la Federación Española de Fútbol y es que tengo un congreso de preparadores físicos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y la gente dirá, mira, pasé a s t a r un rato nomás. Dice, no, no, voy a estar 12 horas, amigo. <risa> <¿S> <risa> bueno, emulando las jornadas la de antenas、sí, claro, ¿no? no、de ese radio. Claro, claro, de 9.21 a 9.09. Eres un pringado, o sea, sigues, sigues trabajando tanto. <risa> <risa>、eh, efectivamente, sí, pero vamos, es que. Sí, tengo... sí, me gusta trabajar. O sea, si trabajo no, lo que me gusta, evidentemente las horas no pasan. No, no te explotan, ¿no? No, no, no, evidentemente no, no me explotan para nada. no, porque Solo falta que me revienten. a r a e a Julio Menayo, un abrazo fuerte, Julio. Muchísimas、Hasta、gracias. Un beso para todos. Reviente. Una、Hasta、buena b o e a curva. Muchas gracias. Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio.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 33. 33. 33. Más, más, más. No estás soñando, escuchas los 33 de Antena 3, la radio bien hecha. La cadena 3 de radio fue grande en su momento. Fue la cadena de radio más escuchada, en buena medida porque sus emisoras locales. Fueron innovadoras, originales, contaron con personas extraordinarias. Muchas de esas personas hoy tienen importantes cargos en compañías de todo tipo. Enseguida vamos a saludar, vamos a escuchar a Ignacio Fernández Sobrino, que es el responsable, por ejemplo, ahora mismo de la red de A3 Media en Castilla y León, la Tena 3 Televisión, Onda Cero, etc. ¿Está é t r a e Pepe Olmedo? Sí, está Pepe Olmedo, ¿no, Pepe? Sí, dame por aquí, sí, sí. ¿Estás ahí? Aquí estamos. ¿Y tú cómo? Hola, Pepe. Oléva. Te saluda José Luis a r o z a José Luis a r o z a ha sido uno de, de mis grandes amigos dentro de la casa. Bueno, Pepe Olmedo sí, ha, sido, Mar... ha sido uno de los grandes fundadores de a n t e n a t r a s Agradecido, Pepe, agradecido. A ti, a ti siempre. ¿Por dónde empezaste, Pepe Olmedo? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, yo empecé eso ya, eso en Sevilla.、Oh. Eh, fue la primera emisora inaugurada oficialmente. La primera. Sí, sí, que se inauguró el 29 de abril en la caseta de ADC en plena feria de Sevilla. ¿Era una caseta de feria? Sí, sí, sí, c l a r o claro. o、claro. Eso iba a ser una radio seria, a <risa> fue, fue una feria permanente, preguntárselo a Ana Luisa del p a l a c i o Vaya mordida, no es que me、ría? tocó. <risa> Me tocó, hola compadre. Bueno, hola, como, compadre, Pepe a l m e d o fue realmente el culpable de que yo e n t r a r a en Antena 3 Radio. O el video Macías. Terminé la carrera y yo digo, uy, van a abrir una, una radio aquí en mi pueblo, en Morón. Como yo estoy a en Radio Cadena, voy a pedir trabajo. Pero le dije a Pepe a l m e d o bueno, yo realmente estaba aquí en Morón y me dice, bueno, vente vente para Sevilla. Y fue llegar allí y me dio trabajo. Realmente él es、sí. mi padre, por、pues、él e n t r a aquí en Antena 3、sí. Radio. Le di un sea panda para que saliera la c a l Con Antonio Viola, el técnico con más nervios del mundo. Eso no era un panda, eso era una caja de, de truenos. Efectivamente, mira, me tenéis toda la mañana absolutamente emocionado. Sí, ¿te está gustando、toda、el la, programa? De todas las voces que he estado oyendo, y podría contar anécdotas con casi todos. e l i g e u n o bueno, pues te puedo decir que. La primera en abrir así por los mundiales del 82, quizá por eso fue Sevilla. Y todavía de esos martillazos que hablaba Mayra esta mañana, que oía en el estudio, el estudio de Sevilla estaba absolutamente descompuesto. Pero、eh, García tenía que hacer el programa porque empezaban los mundiales. Y、eh, se colocó en los primeros auriculares que llegaron de Madrid, se los colocó y aparentemente. No oía el programa y se quitó la auricular y la tiró al suelo. Bueno, entró l u i s b al Duque con esas manos que tiene, le colocó, le、llorando. colocó, le colocó los auriculares y le dijo: Sí, señor. <risa> y se. l e ha m i r para arriba y dije: Esto me come. Vamos, vamos a, a decir a los oyentes de Capital Radio que Luis Balduque era uno de los técnicos de la emisora. Pero, es es、eh, el caballero pero, de los técnicos. Pero claro, es que mide dos metros: dos metros, o sea, doscientos centímetros. Y entonces era mucho técnico para discutir con él cualquier cuestión, ¿verdad? Bueno, ha venido y nos ha colocado los cascos a todos. ¿Ves? <risa> sí, sí, sí. Bueno, Yo tengo Mira, que decir que hace un par de años trabajé con Luis b a l d u q u e en, en, en, en un bolo y, y después de tantos años que él ya prácticamente se ha dejado el, el, la profesión,、eh, en Bilbao, en el Guggenheim, haciendo un evento para el Ministerio de Economía, no recuerdo ahora, y es que todos los periodistas le conocían.、Claro. Todos los periodistas le,、eh, le conocían. s es que todo Todos de, los distribuidores todo de audio en el Guggenheim. Le debe algo a, a Luis b a l d u q u e Ha ayudado a todo el sí, mundo. Sí. Sí. Mira, al terminar. Al terminar un partido de aquellos del Mundial, el, el García llevaba un pantalón verde horroroso. <risa> subía la escalera y Luis b a l d u q u e iba detrás. Y un aficionado, intentando llamarlo, le, le intentó coger, le metió la mano en el bolsillo de atrás, García tiró y le rajó el pantalón entero. <risa> el, entonces se volvió mirando a b a l d u q u e como diciendo. Defiéndeme, y b a l d ú q u e levantó las manos y dice: Yo vengo de técnico, no le guardo el palo. Y además, ¿cómo nos cuidaba Luis b a l d ú q u e Porque esto, hablando cielo, ¿eh? antes, nos siempre con nos llamaba cielo, siempre nos quedamos d e s a c i é n d o por el camino. Porque normalmente el mundo de la técnica y del periodista hay cierta distancia en casi todos los medios. Aquí éramos una prolongación el uno del otro. O sea, yo antes de trabajar en Antena 3, aunque era muy joven, yo era oyente de Antena 3 de radio y ya me conocía b a l d ú Que, a Menayo, a Marcos, a Barroso, ¿O? a, Barroso, a Barroso, Ángel Barroso, que era de Segovia como yo. Me bueno, acuerdo perfectamente de esas vueltas ciclistas. Mandamos un abrazo、familia. a Pepe Olmedo. Pepe, un abrazo. f u e r t e Sigue escuchándonos. Estaba volando y por eso nos ha enviado un mensaje grabado Ignacio Fernández. Sobrino fue. Eh, espera, espera, espera, espera, espera, Ignacio. Siempre ha sido muy rápido. De hecho, fue el director más joven que tuvo la cadena de radio de Antena 3. Habría sido yo en Ávila, si no hubiera sido él más joven que yo. Por favor, ¿cuántos años tenía? Ya tengo la curiosidad. Ignacio Fernández fue director de, la cadena de Antena 3 de radio de Palencia con 23 años. Qué fuerte. Mira que Rafael Cerro, en uno de sus mensajes de sus blogs, hablaba eso y es verdad. O sea, éramos gente muy joven. Que es, se, se confió mucho en nosotros, pero en realidad era gente muy madura y muy profesional.、Sí. A mí Manolo, Yo creo... Manolo Martín Ferrán d me nombró director con 24 años y me sentía ya muy mayor. Adelante, Ignacio.、Sí. ¿Qué tal, amigos de Capital Radio? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme desde Castilla y León a este programa especial con los 33 años de Antena 3 de Radio, tal día como hoy. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué nostalgia! Cuando en aquella vieja Castilla, Luis Vicente Muñoz desde Ávila, yo mismo desde Palencia, empezábamos a participar en aquella aventura, no sabíamos qué vamos a saber, que sería una aventura en la que pasaríamos la mayor parte de nuestra vida, por lo menos la parte más intensa. Los recuerdos de aquel momento son los recuerdos con la calidez con que se recuerda siempre lo primero: pues el primer amor, o el primer pitillo, o la primera vez. Que vimos París. Y los recuerdos, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de aquellos UGER, los m a g n e t ó z o n o s gigantes que grababan que era maravilloso, pero que pesaban un montón. Y que llevarlos a la rueda de prensa era muy molón, pero era muy poco, muy poco práctico. Luego llegaron unos más pequeñitos. Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. Hoy en Capital Radio. La vieja antena 3, tú hablabas por un micrófono y salía por el canal izquierdo y hablabas por el otro y salía por el derecho. Esa sensación infinita de que la radio nunca terminaba, de que cuando terminaba, acababa un programa y empezaba otro. Estábamos, por ejemplo, las emisoras、eh, pequeñas, como la mía, que teníamos una línea microfónica normal y la conexión de la cadena sonaba a lata, pero nos sonaba t a n b i e n Bueno, luego estaban las grandes, por ejemplo la de Valladolid, que tenían la emisora musical Amigo, e s a sí s que sonaban bien. No eran estéreo, no, porque estéreo tenían los de Radio 80, que además tenían moqueta con el logotipo de radio, de radio 80. Pero bueno, luego se vinieron con nosotros y fue la ilusión aquella, inmensa infinita, de que ponías aquellas grandes tortas en los RevOx y eran tres tortas, luego con unos cartuchos que inventó Nieto. Que iban saltando y que no se acababan nunca, a condición de que le cambiáramos, como decíamos, los pañales, aunque fuera a medianoche. La ilusión de cuando llegaba el paquete de cada viernes, el que venía de la calle Oquendo con algunos de los discos de la lista de los 33 de Antena 3 y con la lista siempre doblada en el paquete de los, listos, de los discos. Pero en fin, el tiempo pasa, nuestro recuerdo ahí sigue, parece que lo hubiéramos vivido ayer. Y sobre todo, Luis Vicente, esa sensación de empatía, esa sensación de clan. De sentido grupal que tenemos siempre que nos encontramos los pioneros, como esta mañana aquí en la antena de Capital Radio. En definitiva, la familia de los de Antena 3. Siempre, siempre hermoso, tan unida. Feliz cumpleaños para todos, compañeros. Estás escuchando los 33 de Antena 3. Un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. El maratón de Capital Radio a v a n z a n d o pero aún nos quedan pues,、eh, personas que fueron parte de esta historia. Como Jesús Ortiz, otro valiente director de emisora de Provincias. ¿Cómo estás, querido amigo Jesús? Buenos días.、Sí. Buenos días, o casi buenas tardes. Ya no sé ni la hora que es Vicente. Buenas tardes.、Puede、buenos ser, días. Puede ser cualquier hora, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Sí. <ríe> Como aquellos que nos, que nos tirábamos en, en la radio, en las emisoras, haciendo 200 cosas. 200.000 cosas. Es verdad, estaba. estaba Oyendo un poquito por teléfono, porque donde estoy no puedo oír la, la antena, ni me puedo permitir conectarme con Internet, con Capital Radio, porque estaba en un pequeño acto. Entonces, eh, eh, bueno, pues, pues、eh, me está oyendo ahora al, al que fue compañero de, de, la, de alguna emisora hablar de pues eso, de los recuerdos cotidianos. de... De disfrutar, de estar en familia, de estar entre amigos, de estar, de estar en equipo. Creo que tienes por ahí a José Luis Oroza. Sí, aquí está. Aquí estoy, Jesús. Ma, maestro, buenos días o buenas tardes. ¿cómo Un abrazo muy grande. Todavía me acuerdo <risa> de aquella comida en tu casa y a tu hija correteando muy pequeña por allí. Sí, ¿verdad? ¿Eso yo, os, obliga, yo... os obliga a contar alguna intimidad? Alguna anécdota bonita. Pero yo la puedo contar, no sé si en demérito de. De José Luis y de, y, de su, y de su hija, que también era muy pequeñita entonces.、Sí. Digo en demérito porque eh, les, eh, habíamos estado inaugurando la emisora de Santander, ¿verdad, José Luis? Sí. Entonces,、eh, yo les dije, oye, si os apetece, entre Santander y Oviedo está la, una casa familiar en, en, en el monte, en Sardeú, en Ribadesella. Entonces nos podemos ir a pasar allí el, los dos días que nos quedan de fin de semana y, y descansamos un poco, etcétera, ¿no? Y eso aceptaron, pero lo que pasa es que llegamos de noche. A la zona, y la verdad es que no conociéndola, aquella zona de noche, es un, es, primero es boscosa, luego son, son carreteras, como decimos en Asturias, son calellas, no son carreteras, son una cosa muy estrechita. Yo creo que Jesús empezó a darle miedo, diciendo, ¿Dónde, ¿dónde me has metido, Jesús? <ríe> me decía. ¿no? Los gallegos le、no, llamaríamos c o r r e d o i r a n o A l a e s verdad, es verdad, las calellas, exactamente igual,、sí. uh. Pero no, luego, luego, luego nos divertimos realmente, y, y lo, lo que pasa es que podíamos. Podríamos seguir hablando de radio todo ese tiempo. Verdad, qué buenos recuerdos.、Sí. Jesús Ortiz, gracias por hacer esta pausa en tu trabajo y un abrazo muy fuerte. Un Jesús. abrazo, Jesús.、Bueno, Muchísimas gracias, abrazo. un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego, adiós. Buen programa. Hasta pronto. d i ó s ¿Va、adiós. mejorando tu ánimo, José Luis Orosa? Sí, me vais dando ánimos entre todos, sí. Porque eres de los que ha entrado más triste en este programa. Más... Bueno, ya lo explicaba y preferiría no volver sobre ese asunto. p <ríe> Podemos cambiar、Dejémoslo、el momento, pero a... no el fondo. ¿Eh? Bueno, yo no quiero cambiar el de la emoción. Yo he RQR, e u e r e pero es verdad que muchas veces con Maite Carratalá, con Silvia Salgado, Nives Goycoechea, nosotros nos somos amigas ya del alma, nos vamos juntando cada tres o cuatro meses. Nos ha unido, yo creo que para siempre Antena 3 de Radio y siempre comentamos lo mismo, que nunca habrá nada igual. Hemos pasado por un montón de trabajos, pero al final ahí está ese espíritu de Antena 3 irrepetible. Jamás, jamás trabajaremos en un sitio. No tendremos una familia como esa, Tenemos, ¿verdad, Elena? Tenemos unas cenas donde os cortamos unos trajes a todos. A todos. A todos. <risa> Dios, qué p e l i g r u á n t o s años? No, ¿eh? no lo h a s conseguido en ninguno de vuestros trabajos. Nada parecido. Jamás. Y mira, que yo he pasado por empresas、no. y tengo muy buenos amigos y siempre me escuchan, ya está la pesada antena 3 de radio. Pero es que yo lo recuerdo como no como un trabajo, o sea, a mí intentando me tocó la lo lotería. Es que los que no han pasado por antena 3 de radio no, no entienden nuestro espíritu. Efectivamente.、Y、al cabo de 20 es espíritu, años, 20 años. Después de que nos la mataron, que a lo mejor por eso estamos tan nostálgicos y a lo mejor tan contentos y tan felices de haber estado en, en Antena 3, no comprenden ese espíritu que tenemos, pero nosotros lo entendemos perfectamente. Yo quería mandar solo una regata porque lamentablemente os tengo que dejar, pero、eh, a todo el mundo nos preguntan de vez en cuando de qué momento te acuerdas. Generalmente, las que somos madres, pues del nacimiento de mi hijo, del nacimiento de mi hija, de mi boda. De mi Yo siempre cuento que. El, El peor momento de mi vida, bueno, el nacimiento de un hijo no sería el peor, a no ser que s u f r a s mucho, pero el, el peor momento de mi vida fue mi lamentable minuto de gloria en Antena 3 de Radio cuando tuve que hacer el último boletín en la cadena.、7. Ese me había tocado y a mí. Además, era una y Yo no quería porque sabía que iba a llorar, no iba a poder hablar. ...en Antena fuiste valiente... ...tú Hice no, el último boletín, valiente, el no, el último boletín、no、de Radio ya desde Gran Vía 32, donde una persona que yo entonces en ese momento no, no conocía. Eh, me vinieron a buscar a mi casa en un coche, me llevaron a Gran Vía y, y ahí hice, como un poco apartada de la gente que trabajaba en las SER, ese último boletín con Jesús Mejuto, que creo que si no hubiera sido con él en la cabina jamás lo hubiera podido conseguir. Otro gran técnico. Y, gran. y ese es el minuto que yo recuerdo casi siempre en mi vida. Ni mis hijos, ni mi marido, ni mi madre, ni mi padre. Mi peor minuto de, en mi vida fue el último boletín de Antena 3 de Radio, cuando le tuve que dar paso a Sinfo Radio. Bueno, yo creo que todos nacimos para, para Antena 3 de Radio. Ya sabéis eso que dice Florentino, hablo para los madridistas ahora, ¿no? Dice: Este jugador ha nacido para el Real Madrid. Los que estamos aquí y los que no están,、eh, nacimos para ese momento determinado para esa historia. Digo la gran mayoría, porque siempre hay excepciones, ¿no? Y el que nació para ese momento, ¿eh? el que nació para ese momento, para liderar toda aquel aquella compleja aventura, fue nuestro ausente Manuel Martín Ferrán, que lideró aquello, no sólo la gestión ¿eh? y los programas, sino también la complicada trastienda de aquella casa que se fue complicando naturalmente con el paso del tiempo. Lideraba el consejo. Y, y encontraba tiempo, además, como recordáis, para sentarse en programas, en noticias. No quería、eh, circunscribirse exclusivamente a la gestión.、Eh, y tenía esos momentos en el día, y se pasaba por un programa, participaba. Yo lo recuerdo con mucho, con mucho cariño o mucho n c aquellas cosas. ¿no? ¿Sabes de lo que la gente no se acuerda, José Luis? Y fue o t r a las de de los hitos. De antena 3 de radio fue el primer medio de comunicación que salió a bolsa、uh -huh. en el año 1989.、Sí. Y fue ese año que salió a bolsa el valor más rentable de la antena. Un, ¿no? Un 25%、uh -huh. del capital、uh -huh. abrió el camino a otros medios de comunicación que después、eh, saltaron al p a r q u e Pero, yo recuerdo que compré, pero no sé qué pasó con e l l a Yo también tengo, yo... Tengo, tengo dos, dos acciones, ¿Ah, sí? porque no es.、Eh, sí. Yo no sé qué han sido de ellas. Y además no tienen ningún valor ya, tristemente. Oye, y, y otra cosa, que seguramente lo habéis comentado, porque esto es un maratón: como vamos a la terraza, volvemos la cervecita, o Kendo 23. O sea, yo. El lugar. El lugar, es verdad. O sea, está. En mi mente, en mi cabeza, cuando paso por ahí me emociono y, y, y lo recuerdo、eh. cómo era: el o l o r esas mesas, esa esos, pepi? ese teletipo, esa p e p i en la recepción, por favor. ¿Eh? Y este, ¿cómo se llama? Y、como? Jacinto. Jacinto. Jacinto. Que fue el que jajinto. Jajinto. le prohibió la entrada al conde de Godó, que le pidió el DNI porque <ríe> no le conocía. <ríe> <A, porque ríe> fijaros,、eh, José Luis, recordarás muy bien que entonces Antena 3 marcó un hito brutal. Las emisoras cerraban. Y se oía el sonido del éter. El himno nacional con la televisión cerraba. Las 24 horas dieron、sí. sentido a la cerradura de Oquendo. Oquendo se abrió. En aquella primavera, ante la feria de abril, y no se volvió a cerrar hasta este dramático、eh, fecha del cierre de Oquendo. Sí, las 24 horas.、Sí. Claro, pero es que no era habitual, las radios cerraban y se iban. Sí, sí, y sí, nosotros、terminaba. empezamos a generar esa, esa continuidad de las noches. Bueno, y n n o v a m o s en muchos aspectos,、eh, empezando por la característica técnica de la frecuencia modulada en la que na nadie creía. Yo podía contar aquí una anécdota, pero uno de los grandes de la radio que no trabajó nunca en Antena 3. No vino a n t e n a 3 a una oferta espléndida que le hicimos porque no creía en la, la Fórmula 1. ¿Quién en la, era? ¿Quién, la, ¿quién de era? Dínoslo. Ahora lo puse.、Sí. l u i s Del Olmo y, y no lo podrá crear. <risa>、ah, antes, antes, antes han comentado que dijo que jamás que no, podría no, ser u comercial no, una radio en f u t u r Eso no lo podría desembocar en el éxito、sí. nunca.、Uh -huh. Bueno, dejadme decir que con mucha nostalgia. Porque realmente ha sido preciosa esta mirada a esos 33 años, pero sobre todo con mucho orgullo, porque salimos hombres y mujeres que invadimos todos los medios de comunicación de España. Y yo creo que, para orgullo de Orosa, porque a muchos de nosotros nos fichó, tengo que decir que José Luis a mí. Y、sí, directamente me, además. Me, me fichó <risas> y se lo agradeceré siempre, amigo del alma siempre, pero. Qué bonito fue, está en nuestra memoria, pero qué suerte tuvimos. O sea, qué suerte de haber trabajado. Con profesionales de primera. Pensad con... en una palabra que defina el espíritu de Antena 3 de Radio, porque vamos a ir despidiendo ya en nada este, este maratón. ¿No、¿Podríamos seguir un poquito más? ¿Yo, yo dejas, ¿Podríamos,、eh? seguir, podríamos seguir toda la vida,、sí. Nieves. Luis, vi solo una cosa. Aquí hemos pasado por Antena 3 de Radio mucha gente en todas las e m i s i o n e s de España, pero yo no sé si en la entrada y salida de la terraza nos hemos acordado de nuestros corresponsales. Teníamos unos corresponsales maravillosos. Carrascal. Carrascal. Carrascal. Carrascal. Teníamos a Romano Ferrari en Romano. Bruselas. Palancharo de s c a l q u i en Londres, que ahora nos está escuchando en este momento desde Bilbao.、Eh, José Antonio Gil Vidal desde Buenos Aires. Miguel Budny desde Chile, que, que murió hace 11 años y que Mike Jiménez p a r g a lo conoce. l o m a Gómez Gorrero. Juan Pedro Quiñonero. Dona Patricia. Y los que se nos fueron. Y entre los que se nos fueron, que se nos f u e r o j o r g l u i s en Varsovia. Se nos han ido muchos intereses. Muy grande. s También recuerdo es. a ese Ángel Barroso Ángel, que, con el que、comentado. íbamos、eh, y, y que nunca olvidaremos. o t r o s dos metros de buen técnico. Exacto. Y a todos los que hicieron posible, a los que dábamos y poníamos la voz y a los que no, pero que hacían. Que cada día los oyentes se enamoraran de, de Antena 3, ¿no? Pues, Porque los técnicos formaban parte del periodista. Así es. Totalmente prolongación. Pues Todos quienes hacemos Capital Radio, os, con todo el cariño, os dedicamos este, este programa en el que hemos compartido con vosotros esa parte de nuestra vida tan especial. Ha estado Julio López, local, en la dirección técnica del programa. ¿Me dejas hacer una despedida, Luis B?、Eh... <risa> sí, bueno, venga, Quiero va, recordar vale, que, vale. que en、vale. este momento nos estará viendo nuestro jefe Manolo. Sí, señor. Seguro que、eh, se está partiendo de risa y de alegría. Y seguro que también nos dice al final: Gracias hermosos. Así que. Yo es,、eh, es lo último que querías. Luis, gracias、eh, por este regalo. Gracias, es Luis Vicente. Gracias, gracias Maite Gutiérrez ha estado、gracias. en la dirección de producción. Hay informes especiales. Uno, vamos a acabar con él en este programa, de Mario Saavedra, nuestro director de informativos, de Luis Blanco, que ha escrito para la radio también la historia de Antena 3. Y hemos escuchado Miguel San Martín, María García, Laura Blanco, Sandra Torrecilla, Salicia Calvete,、eh, Miguel Ángel Maga, José Ángel Hernández, Chim Ortega, Loreno González. Yolanda Delgado, Arcadio García Montoro, el resto del equipo de Capital Radio quiere compartir esto con tantas miles de personas que seguramente han disfrutado de ello. Y se nos, ha quedado, se nos han quedado personas fuera. No sé si tendremos que hacer un maratón B. <risa> Yo creo que sí. Como Gaspar r o s e t t i ¡Gaspar! No puedo, p r o me c e s ¿Cómo podemos dejarte fuera? No podemos. Pues qué a l e g r grande, d verdad. Dinos algo para despedir el programa, Gaspar. Hombre, eso es. ¡Gracias, que hermoso!、Okay. La verdad es que solo puedo decir gracias, de verdad, por todo lo que fue Antina III, para la radio, para el periodismo y para la sociedad española. Yo creo que Antina III cambió la sociedad española radicalmente y nos aportó la libertad,、eh, la creatividad y, sobre todo, el periodismo moderno, el primo e o d i s del siglo XXI, cuando no estábamos en el siglo XX. Para mí ha sido. Un honor pertenecer a esta p o a n t i l l a de compañeros. Un abrazo fuerte, Gaspar r o s e t t i Un abrazo, Gaspar. Y un a o m e n t o para vosotros. Hola, hermano. Buenas tardes. a todos, compañeros. Gracias. Bueno, pues yo también fui parte de Antena 3 de Radio. Luis Vicente Muñoz. Hoy soy presidente de Capital Radio. Trabajamos en aquel año en el que Mario Saavedra. Estas eran las noticias. ¿Qué pasaban? Acompáñennos. Vamos a encender la máquina del tiempo de Capital Radio. o g r Lo primero vamos a poner la radio. Estamos en 1982. ¿Qué suena? ¿Cuál es el éxito número uno? Es por supuesto Miguel Ríos, s q u e les voy a contar? Ese fue un año en lo político marcado por la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español. Los d a t o que、si、se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta p o í t i c o diez millones de votos y 202 escaños, Felipe González se convierte en el nuevo presidente del Gobierno. La tasa de paro, cuando llega al poder, es de alrededor del 18 Pero no era ese el único problema de España el terrorismo es un azote tremendo y el país vive aún bajo el constante ruido de sables. Ese año, 1982, los coautores del golpe de Estado del 23F reciben su sentencia. Al excelentísimo señor Don Jaime Miranda g o r c h y Ustía, teniente general del ejército, como autor de un delito consumado de religión militar, del párrafo primero del artículo 287 del Código de Justicia Militar, a la pena de 30 años de reclusión. Dos. Al teniente coronel de la g u a r i a civil, Don Antonio Tejero. Tejero recibiría otros 30 años de cárcel, de condena. Ese año nació también la comunidad valenciana al firmarse el Estatuto de Valencia, una comunidad que se vería conmocionada por la rotura de la presa de Tous, en la que murieron 40 personas y centenares de miles se quedaron sin hogar. Y fuera de nuestras fronteras fue el año del comienzo de la Guerra de las Malvinas. Después de la entrada de las Fuerzas Armadas Argentinas en la isla y la contundente respuesta británica, más de mil personas, soldados de uno y otro bando, murieron. Pero no fue la única convulsión del mundo. Hubo otra, las imágenes de la matanza de Shabra y Chatila. Más de mil palestinos asesinados a manos de las milicias cristianas en un campo de refugiados custodiado por el ejército israelí. Ese año, la OLP reconoce también al Estado de Israel como Estado. 1982 es, por supuesto, como no, el año del Mundial de Fútbol en España. Hola, soy Naranjito el Caramelo de los Mundiales. Me encanta el fútbol porque es un deporte lleno de sabor como yo. Es el año del Mundial de Naranjito y el año del Mundial que tenía esta banda sonora. <risa> e s p a ñ a s p a ñ a no se vistió mucho de fiesta. Es plácido domingo, por supuesto, quedó en la posición número 12. Ese mundial lo ganó Italia, 3 a 1 contra Alemania. También recibió España la primera visita del Papa Juan Pablo II. Gracias a todos. El Papa quiere. A todos los españoles. Y en los cines fue el año de ET, el extraterrestre. Los grandes del balón se tienen que enfrentar. ¡Eh! ¡Mundial! El campo es una fiesta, es todo un festival. ¡Eh! ¡Mundial! q e todos los países. Estás escuchando los 33 de Antena 3, un reencuentro de las voces que hicieron historia de la radio. <música> Aquí se pone de manifiesto que este equipo es incansable. Seis horas de radio de maratón y no quieren acabar. Pero todo tiene que acabar. Como terminó Antena 3 de radio. Hombre, en así su no, mejor que no. Mejor que no. Mejor que así porque no. Porque no terminó, ¿verdad? De hecho, que estemos aquí significa b u e n Luisa, eleva el, eleva el tono. <risa> mi última protesta no tenía que haber acabado así. No tenía. Bueno, Pero el、ya、espíritu lo he dicho. de Antena 3 <risa> sigue vivo, como、sí. ha quedado、claro、puesto que de sí, manifiesto、claro、aquí、sí. hoy. ¿Qué diríais que define ese espíritu? ¿Qué nos hemos llevado de Antena 3? Una gran hermandad. Aparte de aprender como profesional, es una gran hermandad entre todos. Muchas. Reconoces en los medios a、sí, los que vas.、Sí. Te ves y dices: anda, es algo mío. Qué hermano de Antena 3. Qué h e r m n tienes. Yo cuando te escucho digo: pero si olvido, es mi hermana. Claro, somos hermanos. Yo, yo creo que, tola, que todavía nos sigue quedando la ilusión. Para mí, la, la, la frase sería la intensidad, la pasión que poníamos en cada. Yo no, recuerdo una vez, José está bien Luis. h a b i e n dicho eso de la pasión,、sí. porque lo que había era、la、pasión. pasión ¿sí? Sí. Yo recuerdo. i l u s i ó n y pasión. José、sí. Luis, ¿recuerdas acabar la, un programa el domingo por la noche y estarte afeitando tú por la mañana? Y que el jefe, el supremo, te dijera: Carlitos, has hecho una, un programa genial de las noches、Eso、locas está, y tal. Y a mí me pagaba aquello, me pagaban fatal, horrorosamente mal. Y oye, yo me、no、s acuerdo contento. contento. Yo, Mira, una yo, frase, yo era el único que oía los programas por la noche. <risa> <frase, risa> una, una frase de Goñi: Carlos, que no se entere el jefe, que nos gusta tanto la radio porque nos bajan el sueldo. El sueldo. Al mismo y solo quiero decir que el próximo sábado a las 11 en Capital Radio hay una nueva. Cita en un programa que se llama Vivir y Viajar, y espero que este espíritu de Antena 3 lo recoja. Y、El、déjame decir t e Solo una cosa, y es que la vida la definen momentos únicos, y este que vivimos y、lo、que、es. hemos vuelto a vivir es uno de ellos. Si me dejas, los、ah, no, no, no, nada, solamente nada, nada, quiero ánimas, decir、no. gracias a Manuel m a r t í s e Rán r y gracias a Manuel Jiménez Parra. Y、Hasta、gracias a Luis Vicente, a m i g por este regalo. Hasta siempre. Hasta siempre. Adiós.